Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero. La Brújula. Rafa Latorre. Cada persona puede contar una odisea, y hoy todos estamos contando nuestra historia. Algunas divertidas, otras angustiosas, la mayoría sencillamente l l amativas, pero hay muertos. Y esas son las peores consecuencias de lo ocurrido. Ha ocurrido por una mezcla de impericia y de desesperación, en todos los casos, como esa familia de Tauadela Orense que se hizo con un generador para alimentar un respirador eléctrico del que dependía uno de ellos, un anciano. Ayer nos acordábamos de los respiradores. Pues sí, hay gente que no puede prescindir de una máquina y esas tragedias sobrecogen. Vamos a ocuparnos. En primer lugar, de los muertos de, de esta catástrofe, de este apagón que hemos vivido y del que ya vamos saliendo. Jorge Infer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El apagón también ha tenido consecuencias dramáticas, cobrándose en cuatro fallecidos. Por un lado, los tres miembros de una misma familia que han fallecido en Orense, intoxicados por la mala combustión de un generador que se habían visto obligados a instalar para que funcionara el respirador del mayor de ellos. Una fatalidad que ha terminado con la vida de un matrimonio de 81 y 77 años y de su hijo de 56. El monóxido de monóxido carbono se fue extendiendo por el hogar, Sin que sus ocupantes llegaran a percatarse. También en Madrid, una mujer de mediana edad ha muerto y otras 13 personas han resultado intoxicadas leves en el incendio de una vivienda que al parecer se originó por una vela en el distrito madrileño de Carabanchel. La brújula. Con la torre. Bienvenidos a la brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias con toda la información en el análisis, la economía y el deporte. Pedro Sánchez ya ha escrito la historia de lo ocurrido y se la irá contando. La apuntalará además con una comisión de investigación que eso la dotará, la dotará de. Alguna verosimilitud. Esta historia tiene un culpable de perfil difuso por el momento y son los operadores privados. O sea que el gobierno no tiene una explicación de lo que ha ocurrido, pero sí tiene ya un culpable. El gobierno se sacude toda responsabilidad y después de haber dicho que España cuenta con el mejor sistema eléctrico del mundo, nada menos, ahora va a contar que una actuación que no especifica de los operadores privados. Cuáles son, tampoco lo especifica, pudo precipitar la tragedia. Después de haber mostrado una falta de liderazgo pavoroso, tiene además el cuajo de señalar como operador privado incluso a Red Eléctrica, cuya presidenta es una exministra socialista, v a l l a d o r i d Corredor, que tiene una versión distinta de lo ocurrido en los cinco segundos en los que una fluctuación repentina provocó la caída de todo el suministro eléctrico de España. Red Eléctrica es una empresa con una participación mayoritaria en las EPI del Estado. Y con una presidenta nombrada por extracción política. Así que ya tenemos un culpable, lo señalaba Pedro Sánchez en su tercera comparecencia desde el apagón. Y fíjese, tantas horas después, todavía no es capaz de apuntar a una causa, a una causa como cierta. Que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados. Para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus eh, informaciones, eh, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo, porque creo que es importante también. Que lo hagamos. Y Pedro Sánchez se ha reunido en la Moncloa con aquellos que señala como culpables de una manera absolutamente difusa. Operadores privados, con los operadores privados, con las empresas de la energía. Y entre esos operadores privados incluye a Red Eléctrica, lo cual ya es suficiente cuajo. Así que para construir una narrativa oficial de la catástrofe, se va a montar una comisión de investigación que servirá primero para demorar una explicación. Es que, oigan, en un sector reguladísimo en el que. La intervención estatal es profunda y constante. No son capaces siquiera de ofrecer una explicación clara de lo ocurrido a esta hora. Tantas horas después, de, de las 12 y 33 de ayer, del mediodía de ayer, pues fíjense, han pasado ya 30 horas. Y、no、pode, ni o puede, n siquiera el gobierno puede asegurar que no pueda volver a ocurrir lo ocurrido. Porque, como no sabe, q u é es exactamente lo que ha ocurrido. De hecho, ni siquiera quiere descartar la posibilidad de un ciberataque, que es una hipótesis que tanto Red Eléctrica como nuestros vecinos afectados, como los mismos organismos estatales, habían desdeñado desde ayer mismo. Porque además eso sí que deja un rastro fácil que detectar. Yo no pongo en duda nada. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto.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 Pues trabajaremos en conocer cuanto antes estas、eh, causas y a partir de ahí operaremos. Los operadores privados son un nuevo enemigo señalado desde la Moncloa y las empresas energéticas aseguran que esta es una absoluta irresponsabilidad. Como, como no ha señalado exactamente a quién se refiere con operadores privados, a qué operadores privados se, se refiere, las empresas no quieren ser las primeras en reaccionar. No vayan a pensar los usuarios que se a n por aludidas. Aunque alguna. s、sí、i lo ha hecho, no ha aludido directamente a las palabras de Pedro Sánchez, pero sí ha ofrecido sus explicaciones respecto de su actuación en relación al apagón eléctrico. Lo ha hecho, por ejemplo, i b e r d r o l a a través de un comunicado. l El comienzo dice en relación con el incidente sucedido el pasado lunes, y v e r d a r o la España informa de que en el momento de dicho incidente estaban acopladas todas aquellas centrales de su parque de generación que habían recibido las pertinentes instrucciones por parte del operador del sistema Red Eléctrica de España, conforme a las competencias atribuidas al mismo y de acuerdo con los procedimientos de comunicación establecidos por la, por la regulación. Aquí les iremos ofreciendo la versión de los expertos. Y las distintas teorías, también las de nuestros vecinos, por ejemplo, nuestros vecinos franceses. Dice el ministro francés de Energía: un sistema eléctrico necesita un margen de maniobra. Por eso tenemos un mix energético basado en la nuclear. Pero aquí el gobierno lo que pretende es, ante todo, desviar cualquier responsabilidad de un exceso de las renovables en el mix energético, que en el momento del apagón eran el 78% del mix. El 78%. Bueno, el gobierno no tiene una explicación, pero sí tiene un culpable. Es la primera conclusión. La segunda es que, como no sabe lo que ha ocurrido, tampoco puede asegurar que no pueda volver a ocurrir. Y en la Comisión Europea, nuestros socios europeos lo que señalan es que tiene que llegar a una conclusión. A una conclusión que ofrecer、eh, para tratar de dar certeza también a nuestros socios. Ya saben que en un mundo e s t á r e l a c i o n a d o y más en el ámbito de la energía, es necesario que, que nuestros vecinos, que nuestros socios, pues tengan unas certezas acerca de cómo funciona un país y de si su sistema eléctrico, si no es el mejor del mundo, que ya se ha demostrado así, como decía, que no es el mejor del mundo, pues sí, al menos es lo suficientemente previsible. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de a r r o l o s ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la Comisión Europea quiere saber qué es lo que ha pasado y para eso pues hay dos maneras. La primera es que España se lo diga, le da tres meses a nuestro país para que presente un informe aquí en la Comisión Europea. Pero luego ellos quieren ver también qué es lo que ha pasado con sus propios técnicos, técnicos europeos, que van a hacer su propio informe. Van a tardar por lo menos hasta seis meses tienen para sacar adelante este informe y allí van a poder contrastar ambos informes, ambas conclusiones. con la intención De saber qué es lo que ha pasado y que no vuelva a haber más apagones. Queremos sacar las conclusiones, dice Paula Pino, que es la portavoz jefe aquí en Bruselas, y para eso necesitamos que hablen los expertos. En la comisión hacen informes de forma automática cada vez que hay un incidente nivel 3, que es el más grave, porque van del 0 al 3 y dan, por supuesto, que en este caso todo un país que se ha caído. ido a la vez. Esto es lo más grave que puede pasar. Dos detalles más. En la Comisión Europea recuerdan ahora que por algo nos recomendaban esa mochilita de supervivencia. Y aunque a preguntas de este corresponsal sí que han hablado un poco de la importancia de que la península ibérica deje de ser esa isla energética que es ahora mismo, visto lo visto, si no pregunta este corresponsal, a mí me parece raro, no lo iban a mencionar. Es decir, la Comisión Europea siempre está diciendo que hacen falta más interconexiones. España no tiene muchas s Interconexiones con Francia para llegar al 10% que recomienda en 2025 la Comisión Europea, 15% en el 2030, está muy lejos y, sin embargo, hoy el Ejecutivo Comunitario no mencionaba especialmente este asunto. Y ahora, los problemas acumulados ayer se nos agolpan hoy, porque cuando ocurre algo como una caída masiva del suministro, los problemas se arrastran durante días.、Eh, vamos a ir a la estación de Atocha, donde muchos tratan de regresar a sus casas, entre otras cosas, o que les devuelvan el billete perdido. Ana de Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, así es. La imagen en este momento en Atocha vuelve a ser de colas, como decimos, por los retrasos acumulados. Colas, eso sí, que ya no son kilométricas. La gente se agolpa en estos momentos, donde nos encontramos en la parte alta de la estación puerta de Atocha, para esperar a que salga su respectivo tren y AVE. Estos van saliendo poco a poco, aunque con retrasos de más de una hora. Nosotros venimos a las dos y media. Esto、estamos o e s t esperando todavía, a ver si sale o no sale. El resto ni te informa, ni n te dice, ni n pone nada. Yo no he recibido nada, tampoco había mucha cobertura. Entonces, si el teléfono estoy intentando ahorrar batería, con lo cual no estoy revisando correo ni nada. Esperando información, me habían dicho, porque te van diciendo cosillas por el camino, que no llegaban a Sevilla, que tenías que coger un autobús en Córdoba. Y bueno, pues intentando ver si, si tenemos suerte y podemos llegar hoy. Hay que estar muy atentos a la megafonía, las pantallas y al personal de atención que se encarga de organizar las filas de los viajeros, que por otro lado llevan mucho tiempo esperando y algunos también se amontonan para cargar los móviles donde precisamente guardan su billete. En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre. Y repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y, y Pedro Pablo González. Mientras esperamos a que el gobierno sea capaz de detallar el origen del cero eléctrico, la Audiencia Nacional va a ver una investigación para esclarecer qué pudo ocurrir. En esas diligencias abiertas por el juez José Luis Calama se pretende dilucidar si ese apagón de la red eléctrica fue un sabotaje informático, entre otras cosas. De ser así, encajaría en un delito de terrorismo, pero es verdad que se han producido gravísimos daños, los más graves, desde luego, las pérdidas humanas, que aquí ya les hemos contado. Por lo tanto, es necesario esclarecer si hay algún tipo de responsabilidad. Eva Yamazares. Mientras se desconozca la causa del apagón y el ciberterrorismo sea una hipótesis, es necesaria una investigación judicial. La abre de oficio el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que estaba de guardia cuando se produjo el apagón, y da un plazo de 10 días al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica para elaborar sendos informes sobre los posibles desencadenantes. También la Jefatura de Información de la Policía Nacional debe entregar en idéntico plazo un informe preliminar. El auto explica que el apagón afectó a sistemas informáticos. Que soportan infraestructuras de servicios esenciales para la sociedad, y cita salud, energía, industria o transporte. Un posible acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas se consideraría un delito de terrorismo, recuerda el juez. Seis meses se cumplen hoy de la Dana en Valencia. Hoy comienza en Valencia el Congreso del Partido Popular Europeo. Hubo debate sobre si era necesario cambiar el lugar, pero finalmente no hubo cambios. Se pretendía evitar, sobre todo, protestas por la gestión de la emergencia que hizo el g u e r n del presidente Carlos Mazón. Precisamente ha confirmado su ausencia en la apertura de esta tarde, donde las críticas han sido para otra gestión, la del gobierno, en el apagón eléctrico y su silencio durante varias horas y su falta de liderazgo. Enviado especial a ese Congreso de los Populares Europeos, José. Ramón Arias, s ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido el eje de su intervención ante el plenario del PP Europeo. Núñez Fijó, que esta tarde ha mantenido una conversación con el presidente del gobierno, más de 24 horas después del apagón, ha señalado que espera que esa investigación independiente europea sea clave para saber la verdad de lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a pasar. ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar o se van a reconsiderar? Para proteger nuestra nación. Uno de nuestros retos colectivos es diseñar una Europa firme, una Europa autónoma, una Europa competitiva. El presidente popular ha agradecido la lección de civismo dada ayer por los españoles ante lo sucedido. Una, una circunstancia que también acaba de refrendar la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Bueno, ante ellos se v a una visión así como muy condescendiente de nuestros vecinos、eh, portugueses. Era una estupidez, claro. Y、eh, cuando ocurren cosas como la de ayer, crisis como la de ayer, y se ve pues, la diferente gestión que se hace en uno y otro lugar, pues se revela aún más estúpido. ¿no? Aunque también es verdad que la oposición al gobierno en funciones de Portugal ha criticado、eh, la fluidez en la comunicación durante el apagón que dejó al país casi diez horas a oscuras. Aquí es cierto que. El primer ministro Luis Montenegro habló con el líder de los socialistas lusos, Nuno Santos, mucho antes de que lo hiciera Pedro Sánchez, como m e d i j o y que la comunicación de Montenegro con sus ciudadanos también fue mucho más fluida. Salvo unas incidencias en el aeropuerto de Lisboa, la normalidad habría vuelto ya a la vecina Portugal. Ya está restablecido el suministro al 100% y el Ejecutivo procede a retirar el decreto de emergencia energética con todas las subestaciones funcionando. Esa es una de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros Extraordinario, donde a nivel interno se ha constituido una comisión de investigación para saber qué fallos. Hubo en el momento del apagón, recibía el 30% de su electricidad de España. No vamos a escatimar en esfuerzos para esclarecer un problema tan serio que no tuvo origen en Portugal, ha dicho Montenegro en, Portugal, en un receso de ese Consejo de Ministros, donde se ha decidido también pedir a Bruselas una auditoría urgente que determine las causas. Cuarto día de luto por la muerte del Papa Francisco. Una vez finalice este duelo, comenzará el conclave donde se va a elegir al nuevo pontífice. No hay fecha aún. Se especula con que los cardenales puedan comenzar a deliberar a puerta cerrada el 5 o el 6 de mayo. Quien no va a estar en ese cónclave es el cardenal Becciu, condenado por fraude en 2023 y que fue vetado por el difunto Francisco. r e c u e r d a n ustedes las dos cartas que se conocieron del Papa para evitar que entraran en el cónclave. Bueno, pues el mismo Becciu ha renunciado a participar. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Después de días de controversia, por fin se desinfla la polémica que amenazaba con enfangar el c o n c l a v e del que saldrá elegido el sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril. El cardenal Giovanni Angelo Becciu, al que Jorge Mario Bergoglio desposeyó en 2020 de sus derechos cardenalicios al verse envuelto en un escándalo financiero, anunció hoy que renuncia a participar en el cónclave que comienza el 7 de mayo y del que saldrá elegido el nuevo obispo de Roma. Justificó su decisión por el bien de la Iglesia y por su obediencia al Papa, que ha dejado dos cartas escritas en las que pide a los cardenales que no acepten a Becciu en las votaciones en la Capilla Sistina. El purpurado Sardo defendió en cualquier caso una vez más su inocencia. Mark Carney... Consuma el vuelco electoral en Canadá. El, suces, el sucesor del primer ministro Trudeau vence unas legislativas que Trump ha trastocado. Su empeño en sumar a Canadá como el Estado número 51 dio la vuelta a los sondeos que daban a los conservadores prácticamente victoriosos. Eso no ha ocurrido. Desde la ciudad de Ottawa informa Argemino Barro. El economista Mark Carney, que reemplazó al dimitido Justin Trudeau como primer ministro en marzo, confirma con esta victoria el cuarto mandato consecutivo del Partido Liberal, que hace tres meses parecía, según uno de sus líderes, muerto y enterrado. El candidato conservador Pierre Polievre ha pasado de tener una ventaja superior a 25 puntos en las encuestas a perder no solo las elecciones, sino también su escaño en el Parlamento, que mantenía desde hace 20 años. El único sinsabor para los victoriosos liberales es que tendrá. n Que negociar un gobierno en minoría en un momento en el que muchos votantes buscaban un mandato decisivo para hacer frente a lo que Carney describió como un mundo nuevo en el que la relación entre Canadá y Estados Unidos se ha roto. La brújula con la torre e España. Momento, porque esto va a interesar. El seguro de coche de línea directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora i n t e l l i e n c e Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Ahora sigamos con lo que estábamos haciendo. Edu Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, La Torre. La normalidad ha vuelto también al mundo del deporte. La hemos recuperado casi 24 horas después de que、vale. la luz se encendiese en toda España. Era hora. Se disputa desde mediodía la jornada de tenis en la Caja Mágica, el Mutua Madrid Open, que afronta ya la fase final. Última semana, recuerdo que sin españoles, en los cuadros masculino y femenino. El Almería Racing de Ferrol p a r t i d o de segunda división aplazado ayer por el apagón. Se va a disputar hoy desde las ocho y media de la tarde. En el Movistar Arena, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que ayer abrió sus puertas. Para acoger a cientos de personas que no pudieron viajar desde la capital de España ni encontrar una plaza de hotel y pasaron la noche en ese recinto, pues acoge hoy el tercer partido de la serie de la Euroliga entre el Real Madrid y Olimpiacos. Si pierden los blancos, están fuera de la Euroliga. Y esta semana hay Champions, hay un Arsenal PSG hoy en Londres, mañana el Barça Inter. El Inter ha viajado sin problemas a Barcelona, en el Barça ha hablado Lamin Yamal. Luego lo escuchamos en tiempo de deporte. Y noticias de lesiones en el Real Madrid. Rudiger entre 6-8 semanas de baja después de ser operado de una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda. Y Mendy acaba de salir del parte médico. Tiene una rotura del tendón proximal, recto anterior, cuádriceps de la pierna derecha. Los dos, tanto Rudiger como Mendy, se pierden. Lo que queda de temporada con el Real Madrid no les veremos en ninguno de los 5 partidos de liga. Bueno, pues、eh, luego hablamos, Edu.、Eh, ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.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 Onda Cero. Buenas tardes, ¿qué tal están? Madrid recupera la normalidad. El tráfico se ha reducido hoy un 30%, un 7% menos de vehículos en los accesos a Madrid, con autobuses de la MT gratuitos, reforzados los interurbanos y con los parquímetros de la capital que no han cobrado esta mañana. El metro funciona al 100% tras una noche en la que se revisó palmo a palmo todo el suburbano, todas las vías por si hubiera alguna persona antes de reabrir. No podemos decir lo mismo de los trenes, con una recuperación más tardía dentro Del caos. Comprobamos cómo está la situación en Atocha. Ana de Gracia se encuentra en la estación con la asistencia técnica de Raúl Espínola. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. La recuperación va lenta aquí en Atocha, aunque poco a poco mejora. Los trenes y aves van saliendo a sus respectivos destinos, anunciados por megafonía y por el personal de atención encargado de organizar las colas y de la movilidad de los viajeros. Muy atentos a la megafonía, pues durante la tarde van saliendo primero los trenes que acumulan mayor retraso. Las horas Claro, van pasando y cada vez es más difícil para personas como Mar, que viaja con su hija de tan solo cinco meses. Y nada, llevo el tiempo esperando de una media hora porque recibí el mail de que viniera con antelación、eh, para saber el estado de, de mi tren. Así que nada, lo que es imposible, bueno, ya h e visto cómo está la estación, pues estoy cambiando a la niña aquí en medio porque llegar al cuarto de baño es、eh, con maletas y con un bebé. Es、eh, casi misión imposible. De momento continúa esa imagen de colas y de cierta aglomeración aquí en Atocha para salir de Madrid. Si bien es cierto, como decimos, ya es otra fotografía menos caótica que la que hemos podido ver en horas anteriores. Mucha paciencia si están en las estaciones de Atocha o Chamartín. El alcalde Martínez Almeida, el alcalde de la capital, ha felicitado a los ciudadanos por sus comportamientos. Algunos ayer hicieron caminatas de horas para volver a casa. La noche, que es lo que más temía el al alcalde, ha sido tranquila, tanto que los servicios que han tenido. Que prestar las emergencias han dicho que ha sido la noche más pacífica en lo que llevamos de año. La ciudad ha recuperado prácticamente la normalidad en términos de suministro eléctrico. Las últimas zonas que quedaban con carácter general, zonas en Chamartín y en Tetuán, han recuperado ya el suministro y lo único que hay por ahora son problemas puntuales en determinados lugares, pero muy localizados de la ciudad de Madrid. Y la normalidad también se ha conseguido recuperar porque han abierto los colegios, aunque sin clase, sin jornada l e c t i v a pero sí de a c o g i d a Para facilitar el acceso de los padres al trabajo. Esta mañana nos hemos pasado por el colegio Julián Marías de las Rosas. Pues la verdad que muy agradecidos, muy, muy agradecidos de verdad por haber, por haber abierto los colegios y que los padres podamos seguir yendo a, a nuestros trabajos. Me parece prudente en cuanto a que a todos los padres que sí que, que tienen q u e i r a trabajar pues les libera. El gobierno regional ha dicho que va a esperar a relajar las emergencias después del apagón masivo, tras una respuesta que considera lenta e ineficaz del gobierno central. Ayuso insiste en que hay que abrir un debate sobre las nucleares. Es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho. Es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar. El suministro con previsión y con planes de contingencia. Y de este lunes negro tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 55 años. Su casa salió ardiendo en pleno apagón por una vela. Otros 13 vecinos tuvieron que ser atendidos en el número 57 de la Clara Campo Amor de Carabanchel. Esto es la brújula de Madrid. En el día después del apagón, nos vamos al tráfico y al tiempo. En la DGT está Darío Carnicero. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico en aumento de salida por la A3 en Rivas y A42 en Parla, además de las típicas complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada y el Estadio Metropolitano, ya en dirección a la autovía de Valencia. Mañana suben las temperaturas y entran las lluvias, los cielos se irán cubriendo y llegaremos a los 26 de máxima. Cada vez que. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Metro de Madrid, la forma más rápida y eficaz para moverse en la ciudad, ya funciona al 100%. Ayer tuvo que desalojar a miles de personas en una tarea que fue compleja porque el apagón pilló a muchos trenes en el túnel Marisa Menéndez. En el momento del apagón circulaban en el metro de Madrid 230 trenes. De ellos, 186 se quedaron detenidos en estaciones y 44 en túneles. Viajaban en ellos alrededor de 150.000 personas que pudieron ser desalojadas sin que se necesitara asistencia sanitaria. Mientras, en los ascensores de la red, más de 500, se realizaron 15 rescates que hizo el personal del metro de forma manual, en algún caso ayudado por los bomberos. Según ha informado el Gobierno regional, desde el puesto de mando en Alto del Arenal, más de 75 mandos. Intermedios pasaron la noche coordinando a los más de 200 maquinistas que permanecieron trabajando, al igual que el personal de mantenimiento de instalaciones e infraestructuras y el personal de seguridad. Recordamos que Metro de Madrid es una infraestructura de las consideradas como críticas que transporta cada día cerca de dos millones y medio de viajeros. Son 303 estaciones con 562 ascensores y 1.700 escaleras mecánicas cuya fuente de energía es la electricidad. La presidenta se ha mostrado muy orgullosa de su transporte e s t a d í s t i Estrella cuestionando la falta de eficacia del Gobierno Central. Hoy ha comparecido desde la Agencia de Seguridad Regional, Pach i Linaza. Tras hacer balance, 24 horas después del apagón, con el metro ya funcionando, también los servicios públicos, con los centros educativos abiertos y tras haber gestionado el 112 casi 6.000 expedientes, prefiere esperar Díaz Ayuso a que se conozcan las causas para desactivar en Madrid la emergencia nacional. Sobre solicitar la, la anulación del nivel 3 de emergencia a l Gobierno, nosotros pensamos que todavía. Eh, si no sabemos las causas,、eh, no podemos hacerlo. Se queja también la presidenta de la activación cinco horas después de solicitarla, sin esconder por lenta e ineficaz, dice la actuación del gobierno central. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja en muy mal lugar como país. Hoy y ayer no computarán a efectos administrativos los trámites regionales que tuvieran que completar los ciudadanos. También se ha quejado de la escasa información el alcalde de la capital. Dice que el caos tardó horas desde el gobierno central y para nada. Sentí huérfano de explicaciones ayer. Esto se produjo a las doce y media de la noche en de la mañana y el presidente del gobierno, ni ningún miembro del gobierno, compareció hasta las seis y media de la tarde. Todos los responsables autonómicos y locales estuvimos suministrando información de manera continua. Madrid estuvo a la altura, ha dicho el alcalde. De hecho, acabamos de saber que la criminalidad bajó un 73% esta pasada noche. Problemas que surgieron a miles, pero también soluciones, Yulia Trullá. Tras el apagón, Madrid se ilumina de nuevo, se recupera y lo hace sin incidencias importantes. Ayer se movilizaron a más de 17.000 servidores públicos, se triplicó por la noche el número de agentes de la Policía Municipal, muchos voluntarios. Y a pesar de que los semáforos estuvieron apagados durante horas, tampoco hubo ningún accidente de tráfico grave. Los bomberos intervinieron en más de 420 comunicaciones registradas, la mayoría para atender a personas atrapadas en ascensores y SAMUR no reportó ninguna incidencia significativa. El regidor da gracias a los madrileños. Por su comportamiento ejemplar. Ante una situación que pudiera haber causado incidentes, accidentes, ante una situación que pudiera haber derivado en situaciones de angustia, de necesidades prácticamente vitales, sin embargo, los maileños dieron una lección de civismo extraordinaria. En cuanto a los servicios sociales del ayuntamiento, funcionan con normalidad y se está llamando a los usuarios de teleasistencia para comprobar que se encuentran bien. Y para garantizar la movilidad en la capital, recordamos que los autobuses de la MT hoy son gratuitos y está circulando toda la Flota, más de 1900. Lo que ayer、eh, interrumpió el apagón fue la recogida de basuras tras una huelga de seis días en la capital. Entre hoy y mañana esperan restablecer todo el servicio. En tres minutos, los deportes. ¿No te gusta cocinar? Pico pero... Reyes, buenas tardes. Mercedes, muy buenas. ¿Cuántas cosas me estás contando del Real Madrid? Seguro que los oyentes están deseando. Y pocas buenas, ¿eh? Sí. sí después de perder la final de Copa, este fin de semana regresa a la liga. El domingo a las dos reciben en el b e r n a b é u al Celta, pero el parte, el parte lo tiene Fernando Burgos, así que.、Eh, Fernando, adelante, todo tuyo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, Mercedes.、Eh, estos deportes, ¿eh? No es una crónica de sucesos. Al Real Madrid le, le ha salido demasiado cara la final de la Copa del Rey. No solo la pierde, sino escuchen: primer jugador lesionado, Antonio Rudiger, que ha sido operado esta mañana de una rotura parcial del menisco externo de su rodilla izquierda. Lesión que le tendrá de baja entre seis y ocho semanas. El defensa alemán ha dicho que confía en poder recuperarse para el Mundial de Clubes que comienza el 14 de junio. En un tuit que ha publicado esta mañana, ha querido explicar que llevaba siete meses con mucho dolor en esa articulación izquierda. Quien no se va a recuperar para lo que resta de temporada, segundo caso, es Fernand Mendy, el lateral zurdo francés, lesionado en la final de la Copa del Rey. A los 8 minutos de juego, tiene. Un costurón, una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho, entre 10 y 12 semanas de baja. Vamos, una avería、Perdón. importante. Y por último, Ceballos es duda para el próximo domingo contra el Real Cruz Celta de Vigo a las 2 de la tarde en el b e r n a b é u por un esguince en su tobillo izquierdo que se produjo también ante el Barcelona en la final coopera del pasado sábado en la Cartuja. Y claro, lo que queréis saber también, y en cuanto a Ancelotti, ¿qué? Pues que ha pasado los dos días libres del equipo en Londres y según algunas fuentes se ha vuelto a reunir con la Confederación Brasileña de Fútbol. Todo es un secreto a voces, Paco Mercedes. El ciclo de Carleto en el Real Madrid, como viene contando Onda Cero desde hace meses, llega a su fin y su fichaje para dirigir a Brasil se va a oficializar cuando se desvincule del conjunto blanco. o c u a n d o En cuanto el club blanco sí la pierde, pierde la liga e incluso ganándola, ya os digo que también. Bueno, pues. Continuará,、eh, sí, como、eh, dicen continuará, los señores de radio.、Continuará. Ya te he dicho que había, que había mucha plancha en el Real Madrid que tenía que contar muchas cosas, Fernando Burgos. Bueno, pues recuerdo que va a haber liga el fin de semana, que va a empezar a las 9 el viernes con un d e r b i Rayo Getafe. El sábado a las 2 de la tarde va a jugar en Mendizor Roza el Atlético de Madrid ante el Deportivo Alavés. Y el domingo a las 4 y cuarto, Sevilla Leganes. Otra final. Para el conjunto pepinero en su afán por evitar el descenso. Que Hoy tenemos partido trascendental de baloncesto en、yeah. la Euroliga. Tercero ante Olimpia Cos, el primero en Madrid. Real Madrid, Olimpia Cos. Si el Madrid gana, forzaría el cuarto. Si pierde, hasta luego Lucas. Y tenemos tenis, que ayer no hubo, por el apagón. Desde las 12, la noticia es que no tenemos ni tenistas、Nada. españoles ni en el cuadro masculino ni en el cuadro femenino. Tenemos la caja mágica. Gracias, Paco. Hasta Adiós. mañana Adiós. Con motivo de la exposición Los m a c h a d o Retrato de Familia, José Sacristán está poniendo voz esta tarde a Antonio Machado al discurso de ingreso en la Real Academia del Poeta, un discurso que se escribió en 1931 pero que nunca se llegó a presentar. La réplica, la contestación, la está dando el dramaturgo Juan Mayorga en nombre de Azorín. En este acto de la Real Academia interviene Alfonso Guerra y cierra con un recital de Machado, no podía ser otro, Juan Manuel Serrat. Por cierto, que Serrat fue un Uno de los atrapados ayer en un tren por el Apagón, cuando viajaba de Madrid, fue evacuado en la estación de Yeves en Guadalajara y, como el resto de viajeros, se buscó la vida para estar hoy en la Real Academia. En la producción Julia Trullá, en la realización Andrés García, volvemos mañana con toda la información de Madrid. Ahora sigue La Brújula con Rafa Latorre. e n ese lugar donde hoy los bosques se visten de s p i n o se oyó la voz de un poeta gritar. La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua.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 El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reunido esta tarde con la presidenta de Red Eléctrica b e a t r i z Corredor y el r e p r e s e n t a n t e de Iberdrola, Endesa, EDF, Acción, Energía y Naturgi, tras anunciar que va a exigir responsabilidades tras el apagón del suministro eléctrico sufrido en la península ibérica. Tras este encuentro, Sánchez acude ahora a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Iberdrola confirma que ellos cumplieron con todo lo que le ordenaron desde Red Eléctrica de España y todas las centrales estaban acopladas. Tras el apagón, Iberdrola España añade en un comunicado esta tarde que valorará adoptar las medidas. Necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus clientes. Pedro Sánchez ha telefonado a Alberto Nío Feijó para ponerle al corriente de la situación que, según el Ejecutivo, empieza a estabilizarse en la mayoría del territorio. Desde el Partido Popular afirman que sólo les ha transmitido lo que ya había indicado a los medios y no ha aportado ninguna información sobre el motivo, alcance o investigación del apagón. Portugal ha solicitado a la Unión Europea que realice una auditoría independiente sobre el apagón que afectó a la península ibérica. Lisboa ha anunciado una comisión técnica independiente para estudiar Cómo actuar en el futuro y evitar una extrema vulnerabilidad de las infraestructuras esenciales. Por primera vez en la historia, el conclave que se va a celebrar a partir del 7 de mayo en el Vaticano a las 4 y media de la tarde para elegir al nuevo Papa contará con 133 cardenales, dos ausentes por enfermedad provenientes de 71 países distintos. El cardenal Ángelo Becciu, condenado por malversación, renuncia a entrar en el conclave pero defiende su inocencia. El Partido Liberal de Mark Carney ha ganado las elecciones legislativas celebradas en Canadá, aunque Que tendrá que gobernar en minoría las amenazas arancelarias y territoriales de Donald Trump. Han quitado la victoria a los conservadores que arrasaban en los sondeos hace apenas cuatro meses. El partido y el heredero de Trudeau se mantienen en el poder. La Unión Europea le recuerda a Vladimir Putin que puede parar su guerra en Ucrania hoy mismo sin esperar al 8 de mayo, día de la conmemoración de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Desde Kiev le recuerdan que esta tregua es una manipulación para seguir preparando sus tropas en Bielorrusia y lanzar una ofensiva de cara al verano. Y estamos pendientes del tiroteo ocurrido en la ciudad sueca de Uppsala. Un hombre en un patinete eléctrico habría disparado a un grupo de personas, huyendo. A continuación, según algunos medios, podría haber varios muertos, en concreto tres. Citando fuentes policiales, se espera que esta noche se den los datos oficiales de este incidente. La brújula con la torre. Y a las 9 de la noche a las 8 en Canarias, en la sintonía de Onda Cero, abriremos la brújula de la economía en un momento especialmente oportuno para arrojar luz sobre un sector como el energético que ya vemos que hoy está de plena actualidad. i g n a c i o Rodríguez Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no te voy a preguntar de qué quieres hablar en ese espacio de Arrollador Éxito porque hablaremos, claro, de lo que hay que hablar. Pues llegar a p a p a g ó n es que no queda otra. Ahí hay que enfocar la información, claro. El presidente del gobierno se ha reunido esa tarde con Red Eléctrica y con las principales compañías del sector después de señalar en su comparecencia que exigirá todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Y ha repetido tropecientas mil veces lo de privados. Tras el apagón que ayer dejó sin luz casi todo el día a la mayor parte de España, Sánchez se ha encargado tras el Consejo de Ministros. Como digo, de apuntar a las empresas privadas y en dejar abierta la posibilidad de que el corte de suministro sea un ciberataque. No lo asegura, ¿no? Él no dice que lo sea. Pero, pero tampoco, lo, tampoco lo descarta. Dice que se va a investigar. Bueno, y la Comisión Europea quiere analizar la cuestión y quiere saber qué es lo que ha ocurrido y le da un plazo de tres meses a España para presentar una investigación. Sí, Bruselas da a España tres meses para que se explique y después elaborará un informe técnico y va a realizar la Comisión Europea. Otro estudio más en profundidad que i n c l u i r á recomendaciones que debería estar finalizado antes del verano de 2026. En red eléctrica ha descartado un ciberataque y cree que el problema、eh, bueno, apunta a dos episodios de desconexión de generación eléctrica, ...muy posiblemente, muy posiblemente de energía solar en el suroeste de España. Por cierto, la Agencia de Meteorología asegura que ayer no se detectó ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. Veremos a ver en qué, qué dicen estos estudios, estos informes, estos análisis. A la vez, en su memoria, y esto es importante, hace dos meses, Red Eléctrica ya advertía del riesgo de desconexiones severas por el aumento de la energía renovable, por el aumento del peso de las fuentes renovables. En el m i s Eléctrico. Mientras tanto, las eléctricas como Iberdrola ya anuncian que tomarán las medidas necesarias para defender sus derechos y los de sus clientes. Bueno, un día después del corte eléctrico, este martes todavía se han registrado algunas dificultades en el servicio de ferrocarriles, sobre todo, pero también en las telecomunicaciones. Sí, en la mañana todavía había problemas en la red de telecomunicaciones,、eh, poco a poco el teléfono móvil. Ha ido recuperando el pulso y casi... ...y bueno, y bueno, todos los mensajes que había ahí guardados, que de repente han salido como un torrente. Y también, claro, se, han, se ha recuperado la red de internet, también cayó en parte por el corte del suministro eléctrico, según se、si、iban acabando las baterías de muchas instalaciones. Pero donde más problemas ha habido ha sido en los trenes: miles de pasajeros han tenido que dormir en las estaciones de tren. Paulatinamente se ha recuperado el servicio, pero con mucha, mucha, mucha dificultad, con retrasos en la salida de trenes. Sobre todo las grandes ciudades con servicios reducidos, con problemas, por ejemplo en Galicia, en la red de AVE y en muchas cercanías de Cataluña, que muchas están todavía sin funcionar. Bueno, oye, ¿y hay alguna otra noticia económica? Entiendo, ¿eh? más allá de que hemos recuperado la, el suministro eléctrico. Pues mira, ¿sabes quién brilla? ¿Que va a brillar esta noche con luz propia? ¿Quién? Donald Trump, que cumple 100 días en este segundo mandato. ¿Y cómo lo va a celebrar? Lo va a celebrar arrugándose como, como una pasita. Porque esta misma noche tiene previsto firmar una nueva orden. Pero para aliviar el impacto de los aranceles en el automóvil, veremos a ver en qué consiste esa orden. En España, el PIB del primer trimestre ha crecido seis décimas, una menos que en el trimestre anterior, cinco décimas menos que el año pasado, y los precios suben seis décimas respecto al mes anterior, aunque en la interanual 2,2. ¿Sabes por qué ha bajado una décima la inflación? Esto es una paradoja. Sí.、Uh -huh. Ha bajado porque se abarataba la electricidad. Pero no te preocupes, que mañana suben 250%. Bueno, pues a、sí、h lo tienes. Esto es lo que tiene la luz. a veces se v a Bueno, vamos a arrojar luz ahora nosotros. Esto de las metáforas sobre la luz e s t á ya prohibidas. ¿eh? A vale. una, esto de, vamos a arrojar luz sobre esto. O sea es que la, la que las metáforas permitir, ¿vale? quedan Apagadas. Apagadas, eso es. Eh, oye, eh, vamos a. Quédate, quédate, Ignacio, que, que vamos a llamar aquí a m a r í a n o Ventosa, que es profesor de ingeniería eléctrica de Universidad de Comillas y que seguro que nos va a ayudar a entender algo de lo ocurrido ayer.、Eh, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, A ver si nos puede explicar qué ha ocurrido, o al menos qué cree que ha ocurrido en esos cinco segundos de las 12 y 33, en las que se producía una fluctuación de energía que hacía que se cayera todo el sistema. Bueno, pues lo que ha ocurrido, lo que hemos visto todos, es que、eh, nos quedamos sin luz. El, el hecho de que nos quedásemos sin luz、eh, tiene que ver con que、eh, la red de alta tensión en, en España se, se desconectó. Sí. Cuando hay un problema en la red, hay protecciones que están encargadas de proteger la red, de proteger los generadores. Y, y si、eh, esas actuaciones de, los, de las protecciones、eh, abren líneas y con esas líneas, q u esas e desconexiones, no se resuelve el problema, pues se siguen abriendo líneas. Y en esos cinco segundos lo que ocurrió es que、eh, se desconectaron los generadores. Esos 15.000 megavatios que, que, que desaparecieron de, de la red fueron producto de, de la actuación de las protecciones. Lo que pasa es que nos llama la atención la voz pasiva que utiliza el gobierno para explicar lo que ha ocurrido. Dice: se han perdido 15 gigavatios. Se han perdido, claro, las frases con voz pasiva no t i e n e sujeto, entonces no sabemos quién se los ha llevado. ¿Qué, qué significa q u ese han perdido y a dónde se han ido esos 15 gigavatios? Bueno, lo que significa es que se desconectan. Es como, simplificando,、eh, cuando estamos en casa y saltan las protecciones eléctricas porque hay una tría en casa,、eh, ahí automáticamente toda la energía eléctrica que estaba entrando en casa. Eh, desaparece. Bueno,、pues、de lo que ocurrió a escala de todo el sistema eléctrico peninsular ayer es que、eh, 15.000 megavatios de generación que se estaba inyectando en, en la red desapareció en, cinco, en esos 5 segundos. Y eso no es que desaparezca, son los interruptores que conectan esos generadores a la red、eh, que se abren. ¿Por qué se abren? no、bueno, sepamos por qué se abrieron. Sabremos cuál ha sido el origen del, del problema. Es que los interruptores se abren y desconectan lo, lo, la generación de la red. Ah, vale.、Eh, ...que esto es importante porque el gobierno ya está señalando incluso un culpable. Se puede decir que hay un culpable. El gobierno habla de algo tan difuso como operadores privados, pero eso no aclara demasiado. Bueno, efectivamente, habría que, que, que entender qué significa operadores privados ...en, en el ente... O sea, ...o en, en el sistema eléctrico. Eh, español, hay empresas eh, generadoras, eh, distribuidoras, está el operador del sistema, está que, que el transportista que es Red Eléctrica, todos son empresas privadas,、eh, aunque en el caso de, de Red Eléctrica la participación del Estado a través de las EPI es, es muy importante,、mm. un, una función esencial del, del Estado, o sea, son infraestructuras críticas. El, el, bueno, es el accionista mayoritario, de hecho, ¿no? Eh, sí, tiene el control.、Uh -huh. no tiene, no la, uh, creo que es un 20% de ese orden.、Uh -huh. y, y vamos a ver, el, el mix es ahora era de un 78% de energías renovables. ¿Esto ha tenido algo que ver?、Eh, se apunta también a la posibilidad de que un exceso de, de energías renovables o la mala gestión de ese, de ese exceso, de esa descompensación, es lo que ha producido esa vulnerabilidad. Sí.、Eh, A ver, seguramente va a influir todo y habrá que hacer un análisis detallado. El operador del sistema tiene todos los datos y, y podrá hacer ese, ese estudio. Si lo comparásemos esto con un accidente、eh, aéreo, pues luego hay una investigación en la que se miran todos los datos y al final se acaba concluyendo y sabiendo exactamente qué es lo que pasó con un grado de detalle、eh, muy, muy grande.、Eh, Hasta que no se tenga esa información y sea pública, va a ser、eh, difícil poder decir exactamente cuál es el origen del problema. Pero、claro. un poco tratando de explicar: o sea, un sistema eléctrico es un sistema, es un sistema complejo, es un sistema que está siempre en equilibrio. Y hay dos sistemas: de, hay dos cosas que hay que mantener siempre en equilibrio y hay dos sistemas de control que lo, que lo hacen. Es el control de potencia, que es que todo lo que se genera se consume y por tanto los generadores tienen que ir acompasando la generación con. Las variaciones de la demanda, ese es el control de, de potencia. Y luego hay otro control, que es el control de tensiones, que ¿sí? es, simplificando, que nosotros en casa tengamos 230 voltios, que no tengamos ni 380 voltios ni 120 voltios, porque si las tensiones no son las que tienen que ser, pues el sistema no funciona bien. Y cualquiera de los dos sistemas de control tiene n que funcionar bien. Si uno, si hay un problema, De un déficit de generación, pues el sistema t e puede llegar a ocurrir lo que nos ha pasado, pues que colapsa. O、claro. pues、si hay un problema de tensiones, que las tensiones son muy altas o son muy bajas, el sistema colapsa. Entonces, volviendo a la pregunta,、eh, las, la generación renovable, comparada con la generación, l l a m e m o s tradicional, hidráulica, térmica,、eh, tiene una capacidad de contribuir a esos sistemas de control menor. Sí.、Hmm. Eh, las grandes centrales térmicas tienen más capacidad de contribuir, igual que las centrales hidráulicas tienen una capacidad, por ejemplo, de、eh, variación de la energía que están produciendo muy grande y, por tanto, tienen una capacidad de contribuir a ese. Equilibrio del sistema mayor. Claro, es que le preguntaba esto por la explicación que han encontrado otros países europeos, ¿no? incluso nuestro vecino, Francia. Decía el ministro francés de Energía que un sistema eléctrico necesita un margen de maniobra. Entiendo que es a esto a lo que se refiere y por eso descarta que Francia, porque tiene un mix energético basado en la nuclear,、eh, pueda sufrir un apagón como este. Alemania encuentra una explicación parecida. Dice: la autoridad energética alemana ve improbable apago, un apagón en Alemania similar al de España. Porque las redes alemanas tienen una estructura redundante. ¿Es esto ¿no? lo que, de lo que estamos hablando? n o Sí,、eh, vamos a ver.、Eh, lo que ha ocurrido es muy infrecuente. En 80 años en España esto no ha ocurrido. Y probablemente pasarán otros 80 años y si vuelve,、sí. volvemos a tener un problema no será por el mismo motivo. Entonces, esto es algo que puede ocurrir, que es posible, pero de una frecuencia, de una probabilidad muy, muy baja. Pero lo que sí que es cierto, si nos comparamos con Alemania o nos comparamos con Francia, es que España es una península, junto con Portugal, no somos una isla energética, pero sí que tenemos unas interconexiones con el resto de Europa o con Marruecos por el sur más débiles. Al tener unas interconexiones más débiles, ante perturbaciones en el sistema, que es sobre generación, que falta generación, algo parecido a lo que nos tuvo que pasar、eh, ayer, Eh, si、sí, estamos muy fuertemente conectados, el apoyo que nos llega de esa energía a través de las líneas de interconexión nos ayuda a mantener la estabilidad de nuestro sistema.、Eh, por eso, en Francia, en Alemania, en, en Centro Europa, es más improbable que ocurra un problema a gran escala como nos ha ocurrido a, a nosotros. También es cierto que si ellos tuviesen un problema muy, muy grande, probablemente España y Portugal eh, podrían eh, digamos, no sufrirlo porque. La interconexión no es muy débil y no nos arrastraría. Entonces el, pero esto ya le pasó a Italia. Italia en el año 2003 tuvo un apagón más largo, que afectó a más consumidores que, que lo que ha ocurrido aquí en España,、ah. y es por la naturaleza.、Mmm, Eh, geográfica, ¿no? somos penínsulas y por tanto las interconexiones son más débiles.、Uh -huh. eh, le, le voy a hacer una pregunta si no tiene inconveniente, Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Brújula, pero、mm, me gustaría saber hasta qué punto la nuclear es responsable de lo que pasó ayer, porque de todas las energías、eh, el presidente del gobierno solamente ha citado a la nuclear para decir que fue un lastre, porque fue un lastre. Bueno, no, no, no, no he oído esa declaración de, de, diciendo que fue un lastre. Lo que, a ver, una central nuclear es una central muy grande. Y eso lo que significa es que es una central、eh, que, desde el punto de vista de su capacidad de aportar estabilidad al sistema, lo aporta en mayor tamaño que una central más pequeña. Y eso、mm, no es un tema de si la energía es nuclear o la energía es de, de otro tipo, es un tema de, de tamaño. Las centrales nucleares son muy grandes y, por tanto, las centrales nucleares. Aportan estabilidad al, al, al sistema desde el punto de vista de lo que decía antes, de ese sistema de control que hace que el sistema esté en equilibrio, que son dos sistemas de control que tienen que funcionar bien al mismo tiempo. Entonces, las nucleares lo que hacen es contribuir, como todas las demás、eh, centrales de generación, a la estabilidad del sistema. No、eh, no, no, no no no pueden ser, si, si hubiese una e s t a b a c o n e c t a d a una central nuclear y esa central nuclear se hubiese desconectado, Entonces podríamos decir, bueno, pues aquí ha habido un problema, ¿no? Pero no parece que haya sido eso.、Yo、sinceramente creo que atribuir a una tecnología、eh, la culpa, y en este caso a una central nuclear, que insisto, que, que por tamaño lo que hacen es contribuir en mayor medida a la estabilidad del sistema, no,、hmm. yo creo que no, no, técnicamente no, tiene, no, no es correcto. m a <risa> r í a n o Ventosa,、eh, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Comillas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la brújula. Gracias. Muchas gracias. b u e n a s tarde. La brújula. Y ahora disculpen la interrupción, pero es que tengo que contar algo que a nuestros oyentes les puede interesar. Y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos. Moteros y motoristas, no dejéis pasar esta oportunidad llamando al 917-700-700 o yendo directos a lineadirecta.com. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La brújula. La torre. Son las ocho, las siete en Canarias, en Onda Cero, La b r ú j u l a Rafa Latorre. Dos conclusiones preliminares a esta hora. La primera es que Pedro Sánchez no sabe explicar lo que ha ocurrido, pero ya tiene un culpable. Se están examinando ya los registros informáticos de red eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Y una vez examinados esos registros de red eléctrica y de todos los operadores privados, tengamos los resultados de estos análisis y, evidentemente, exigiremos las responsabilidades. A los operadores privados y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tenemos, tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios、eh, de la Administración General del Estado que analizar.、O、una comisión de investigación independiente de los operadores privados para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus、eh, informaciones, exigencia. De、eh, responsabilidades a los operadores、eh, privados en caso de que haya sido así. Ningún político repite 20 veces una misma fórmula si no quiere que se fije bien en la mente de, de los ciudadanos. Así que el mal son los operadores privados. Los operadores privados. Eso tan difuso. ¿Cuáles? No especifica. ¿Por qué? No lo aclara. De manera que la siguiente conclusión se impone por sí sola. Hasta ahora el gobierno no puede asegurar que esto no volverá a ocurrir. Es evidente, como no sabe por qué ha ocurrido, no puede asegurar que no volverá a ocurrir. Pero lo importante ya lo tiene, que es un culpable. Ahora e m p e z a r a escribir el relato, una narrativa oficial para expiar cualquier tipo de responsabilidad. Empezando por designar a Red Eléctrica como uno de esos operadores privados. Un organismo cuyo mayor accionista es la SEPI, y que tiene una presidenta de e x t r a c c i ó n política, que es una exministra socialista, Beatriz Corredor. Ayer presumían de que esto jamás podía ocurrir porque España tiene, decían, el mejor sistema energético del mundo. Hoy la historia es distinta, la están escribiendo y enseguida se la van a contar. La brújula con la torre. Bienvenidos a la brújula si se incorporan a esta hora, a la sintonía de onda cero. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con las empresas de la energía en la Moncloa, entendemos. Que son esos los operadores privados a los que se refiere Sánchez, pero incluyen esa denominación a la red eléctrica. Es un sector reguladísimo, el de la energía, de una intervención estatal continua y estable, como debería ser el flujo de electricidad en nuestro país. Sin embargo, el gobierno se sacude toda responsabilidad respecto de lo que han hecho o pudieran haber hecho los operadores privados. La reunión se produce horas después de que su tercera comparecencia, desde el comienzo del apagón, señala a los operadores privados. Sánchez no tiene una explicación, pero sí tiene un culpable. Ha comenzado a construir una historia en la que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido y para ello es preciso un argumento de autoridad. Y ahí es donde entra la comisión de investigación. El Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados.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 Que lo hagamos. Así que una comisión de investigación independiente. Si considera que Red Eléctrica es un operador privado, ya puede imaginar lo que significa para Pedro Sánchez que esa comisión es independiente. Lo cierto es que el gobierno se ha enfrentado a Red Eléctrica y contradice su versión de lo ocurrido en los cinco segundos en los que una fluctuación de la oferta energética provocó una caída fatal del sistema que sumergió a España en una situación de suministro cero. A esa hora, el mix energético era de 78% de renovables, con un 60% de solar fotovoltaica, 12% de eólica y nuclear, con 11% de ciclos combinados, y luego estaba la energía nuclear con menos de 1000 megavatios, 3,3%. Entonces, entonces desaparecen los 15 gigavatios. De los cuales 10 gigavatios son de fotovoltaica. Esa frase impasiva que utiliza Pedro Sánchez y que permite eludir el sujeto. Se han perdido 15 gigavatios. Se han perdido. ¿A dónde han ido? ¿Quién ha desconectado esos interruptores? ¿Quién ha provocado esa fluctuación que terminó con derribar todo el sistema? La primera conclusión. Nos habían dicho que era el mejor sistema del mundo. Y hoy el presidente del gobierno no sabe siquiera decir qué o quién ha podido tumbarlo. Es más, cuando ya todos han descartado la hipótesis del ciberataque, él sigue alimentando las suspicacias en torno al sabotaje. Han pasado 31 horas y media desde el apagón y el gobierno todavía no puede o no quiere descartar que sea un ciberataque. Yo no pongo en duda nada. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto haya contribuido Eh, un potencial ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así、eh, y ojalá sean otras、eh, hipótesis, y, y evidentemente pues, trabajaremos en conocer cuanto antes estas、eh, causas y a partir de ahí operaremos. Bueno, nadie baraja ya estas hipótesis. Nadie, excepto el gobierno español, y si toca la comisión de investigación que le ayudará a construir el relato. Maldita palabra, relato, que es en lo que estamos ahora mismo. Nadie, ¿eh? Ninguno de los socios europeos, ni el gobierno alemán, ni el gobierno francés, ni el gobierno portugués.、Eh, la Audiencia Nacional, claro, va a tener que entrar de oficio en este asunto, va a tener que investigarlo. Ha abierto unas diligencias previas de las que ahora enseguida les informamos. Pero si el gobierno sigue barajando esa hipótesis, claro que se tendrá que investigar. La cuestión está en, primero, despojarse de cualquier responsabilidad. Segundo, hacer olvidar la pavorosa falta de liderazgo. Y tercero, Impedir cualquier tipo de análisis acerca del exceso de renovables o de la gestión del exceso de renovables o de que la ideología haya vuelto a desplazar prioridades como la eficiencia y la seguridad. Y ya una vez hecho esto, desplegamos el manual de la pandemia. Se acordarán, porque no ha pasado tanto tiempo. Consiste en la usurpación de la conciencia cívica, la aspersión de los clichés patrioteros, todo el patrioterismo por aspersión. ¿no? Un almibarado encomio de lo público, un vituperio del capitalismo, porque ya saben que en Cuba o en Venezuela jamás hay apagones, la banalización de la experiencia. ...todo Esto del k u m b a y á los bailes, los chistes. Oye, pues hay quien lo ha pasado mal. Ahora les informamos de los muertos que no han podido contarlo. Y un nuevo derroche de arrogancia con el que fingir que el sistema en realidad ...ha d e m o s t r a d o sus fortalezas. Porque f i n g e n s e ustedes, les decíamos que esto jamás iba a ocurrir, pero ahora nos felicitamos porque tan solo pasaron 24 horas hasta que se restableció todo el suministro. La cuestión es que siempre hay un relato ganador, siempre hay una narrativa vencedora. Miren, respecto del mix. Nuestros vecinos, desde luego, lo ven de otra manera. Miren lo que ha dicho el ministro francés de Industria y de Energía, por ejemplo. El ministro francés de Industria y Energía, Marc Ferracci, ha asegurado que su país está mejor preparado para evitar capaones como el que se produjo en España, tenga un carácter general en Francia, y ha insistido en que el impacto en Francia ha sido mínimo. Luego, en una entrevista a RTL, el ministro francés ha explicado. Que ha estado hablando con los responsables de los operadores de las redes eléctricas de Francia, que no hay ningún incidente y que en Francia un apagón general es mucho más improbable. ¿Por qué? Porque cuentan con varios mecanismos que permiten superar este tipo de, de problemas. Claro, esto deja desde luego en muy mal lugar a España. Lo que señala el ministro francés es que un sistema eléctrico necesita de un margen de marea ahora. Por eso. Tienen un mix energético basado en la nuclear, que es un debate que, desde luego, el gobierno no quiere enfrentarse ahora mismo a él. De hecho, h a r á c u a l q u i e r c o s a para eludir el debate acerca del de exceso de las renovables. Y la autoridad energética alemana llega a unas conclusiones bastante similares. Ve improbable el apagón en Alemania y dicen las redes alemanas: dice, dice que es algo. Altamente improbable la autoridad energética alemana porque las redes alemanas tienen una estructura redundante. Eso significa que cuando una conexión falla, siempre hay una que la reemplaza, que es lo que parece que ha fallado en el caso de España. Los operadores privados aquí, sin embargo, son señalados como el nuevo enemigo, eludiendo cualquier tipo de debate acerca del mix energético o de cualquier otra cuestión de matiz respecto de la planificación del que decían que era el mejor sistema energético del mundo. Los han señalado desde la Moncloa y las empresas energéticas aseguran que esta es una absoluta irresponsabilidad. Como en realidad Pedro Sánchez no ha señalado a quién se refiere exactamente como operadores privados, las empresas no quieren ser las primeras en reaccionar y es natural no vayan a pensar los usuarios que se están dando por aludidas. Aunque alguna sí ha decidido responder. No ha respondido directamente aludiendo a las palabras de Pedro Sánchez, pero todo el mundo entiende lo que quiere decir, por ejemplo, i b e r d r a d la España, cuando a través de un comunicado dice que defenderá sus derechos en caso de que sean lesionados. Y cuando dice que en relación con el incidente sucedido el pasado lunes.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 Y la Comisión Europea le ha dado un plazo al gobierno español para que averigüe exactamente qué es lo que ha ocurrido y para que lo exponga con una investigación seria. Porque es verdad que un socio europeo tiene que ser un socio fiable, un socio tiene que ser confiable, más en un mundo interrelacionado y en lo que se refiere a la energía. No puede haber incertidumbre sobre el sistema eléctrico en la cuarta potencia europea, porque ya vemos que un fallo en España arrastra también a otros países, como le ha ocurrido a Portugal. Como el gobierno no abandona la hipótesis del sabotaje, les contaba que la Audiencia Nacional tiene que investigarlo, tiene que abrir unas diligencias previas. Y eso ha ocurrido. La Audiencia Nacional está investigando si el apagón se debió a un sabotaje informático y si fue un delito de, de terrorismo. Porque además hay una responsabilidad que asumir, una grave responsabilidad, no ya sobre las enormes pérdidas producidas, sobre las terribles incomodidades, sobre todas las odiseas ¿no? que, que todos hemos sufrido y las dificultades y las angustias. ¿no? Es que ha habido muertos, al menos cuatro. Cada persona puede contar una odisea y hoy estamos todos contran, contando aquí nuestra historia. ¿no? Hay algunas que son muy divertidas, hay otras que son más angustiosas, la mayoría、pues、son muy llamativas y todos、pues、tendremos una historia que contar en el futuro. Pero hay muertos, esos no van a contar ninguna historia. Esas son las peores consecuencias de lo ocurrido. Ha ocurrido por una mezcla de impericia y de desesperación, como esa familia de t a b o a d e l a en Orense, que se hizo con un generador para alimentar un respirador eléctrico del que dependía. El, el padre, el padre de ellos, una familia de tres: un hijo con dos padres ancianos y uno de ellos necesitaba respirar conectado a una máquina. Ayer nos acordábamos de los respiradores, pues sí, hay gente que no puede prescindir de una máquina y esas tragedias sobrecogen. Lo que ocurrió es que no ventilaron debidamente la casa, el generador fue emitiendo su CO2 y llegó eso que llaman la muerte dulce. Hoy fueron encontrados sus cadáveres. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. El campeonato de. La Brújula. La Torre. Pedro Sánchez ha encontrado ya un culpable de lo ocurrido ayer. No tiene todavía una explicación de lo que ha ocurrido, pero sí un culpable de lo que ha ocurrido, sea lo que sea lo que ha ocurrido, que él desde luego no lo explica. Dice que los operadores privados, mencionados continuamente en su comparecencia, los operadores privados, los operadores privados, los operadores privados, a los que les va a n d o s a r una comisión de investigación para construir y apuntalar el relatito, ¿no? la narrativa. Entre esos operadores privados se incluye, por cierto, con especial cuajo, a Red Eléctrica, de la que es accionista el Estado a través de las EPI. Bueno, añade la coletilla de que no descarta otras hipótesis. Porque señalar sin t e r certezas considera que es una influencia. Lo que sí he enfatizado es que va a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los culpables. Y aunque ha recalcado que las p r e s a s no son buenas consejeras, lo cierto es que un día después de lo que él llama crisis de electricidad, no ha podido todavía explicar por qué ha ocurrido. Y sigue, por cierto, sosteniendo él en solitario ya la hipótesis de un ciberataque, o al menos no descartándola. Cuando, hombre, 31 horas después. 32, vamos camino, de, de lo ocurrido, el ciberataque, yo creo que algún rastro sí puede dejarlo. ¿no? Y como todos los expertos están señalando a otras cuestiones, como una fluctuación y un mix en el que hay una preponderancia de las energías renovables que no puede ser cubierto por el resto del, de, las,、eh, de las energías, de las fuentes de energía, entonces, que, pues, eh, pues eh, es un empecinamiento que solo puede ser calificado de irresponsabilidad. Bueno, esto es lo mismo. Que, que decir que no puede garantizar que no vuelva a pasar. Juan Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. No ha podido garantizar eso ni, ni lo contrario. Pedro Sánchez, esta vez sí, con periodistas, con medios de comunicación, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa ha comparecido para seguir diciendo que no sabe lo que ocurrió, que todas las hipótesis permanecen abiertas y que la complejidad de lo ocurrido, la complejidad de lo que ocurrió ayer, le obliga a ser prudente. Eso sí, para lo que no ha sido prudente ha sido para. Eh, apuntar a las operadoras privadas para criminalizar a la energía nuclear y para mantener que lo del ciberataque no se descarta en absoluto, a pesar de que Red Eléctrica ya lo haya descartado. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y también privados han actuado con eficacia. Para investigar.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 Como decía Rafa, si por operador privado se refiere también a red eléctrica, cuyo máximo accionista es público, es la SEPI, es el Estado, y cuya presidenta es la exministra socialista Beatriz Corredor. Sobre las nucleares, que no son la solución, ha dicho que es incluso un problema, y que diga o que defienda lo contrario, habla desde el desconocimiento, dice Sánchez. Sobre el apagón informativo, ha dicho que compareció cuando tenía algo que decir y que habló con Zelensky. Que habló con la presidenta de la comisión, con u r s u l a von der Leyen, hasta con el secretario general de la OTAN, pero que con Feijó fallaron las líneas. Fallaron las líneas y. Bueno, es verdad que las comunicaciones eran complicadas, ¿cómo negarlo? Eh, pero seguro que el gobierno disponía de algún sistema ¿no? para comunicarse. En cualquier caso, s、si、í de voluntad, seguro que、eh, se consigue comunicar el, el presidente del gobierno. s o faltaría. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido esta misma tarde en la Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica, con Beatriz Corredor, exministra socialista, y con representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acción Energía, Naturgi y Energías de Portugal. Es un encuentro convocado horas después de la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional al que han acudido también. El ministro de Transportes, Oscar Puente, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha durado unas dos horas la reunión. Y se ha convocado después del aviso de Sánchez a los operadores privados de electricidad, que esta misma tarde empezaba, bueno, empezaba a descargar responsabilidades en ellos. Operadores privados. Esta es la gran consigna. Patricia Gijón. Red Eléctrica echa la culpa del apagón a una pérdida de generación eléctrica ocurrida en el suroeste de España. No concreta dónde. A las 12 y 32 de la mañana del lunes hubo dos desconexiones separadas con un intervalo de apenas un segundo y medio. La primera provocó un fallo de tensión y la segunda fue la que llevó a cero a todo el sistema. No son conclusiones definitivas. Llevará tiempo analizar lo ocurrido, aunque el director de Servicios de Operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, apunta a la energía solar. Por la zona que he comentado, suroeste. Pues es muy posible que la generación aceptada pueda ser sola. Pero como digo, aunque no tengamos la información, no podemos concluir absolutamente nada. Red Eléctrica no quiere especular, aún es pronto, dice también, para saber si hubo fallo humano, descarta en cualquier caso un ciberataque. Red Eléctrica cuenta con. Todas las medidas de protección en materia de ciberseguridad. Por tanto, aunque todo es posible, p u es es un evento de probabilidad,、eh, pensamos, baja. Y en todo caso, una vez h e c h o s las auditorías correspondientes con estos tres organismos, podemos afirmar profundamente que no. El sistema eléctrico está funcionando hoy con toda normalidad. Superado el pico de demanda de la mañana de 28.000 megavatios, falta la segunda hora punta a las 9 de esta noche. Las eléctricas aseguran que cumplieron todos los protocolos dictados por el gestor eléctrico, dependiendo de la causa del gran apagón y verdró la v a l o r a r Las medidas necesarias para la defensa de sus derechos y de sus clientes. La Comisión Europea ha anunciado esta tarde que va a pedir un informe a España sobre lo ocurrido y para eso le da un plazo de tres meses, pero al mismo tiempo va a elaborar su propio informe independiente. Un análisis que quiere no solo para averiguar las causas del opagón, sino también para elaborar al mismo tiempo una serie de recomendaciones que mejoren el sistema energético de España y Portugal. Las conclusiones no serán inmediatas, podrían retrasarse hasta el año que viene. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Las conclusiones finales van a llegar de la mano de dos informes a los que obliga la legislación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 Afectar el bajo nivel de interconexión entre Francia y España en lo sucedido durante el día de ayer. La comisión recomienda una cuota del 15% de interconexiones en el 2030 y actualmente en el caso español no se llega al 3%. Más de 24 horas después del gran apagón, Se ha producido ya la prometida conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Alberto d u ñ e z Fijo. Una conversación cordial, según ha indicado el propio Partido Popular. Ha sido una llamada de apenas unos minutos en la que el presidente del gobierno no le ha trasladado ninguna novedad sobre lo ocurrido, pero sí ha servido para una primera toma de contacto, para hablar de nuevas、eh, comunicaciones. El de la Pagón ha sido el asunto estrella del Congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Valencia. Ha intervenido esta tarde Alberto d u ñ e z Fijo. Con un discurso, un discurso duro contra, contra el gobierno. Bueno, de hecho, reaccionó inmediatamente el PSOE. El PSOE dice que el discurso de Fijón, t e sus colegas europeos, es la constatación de su deslealtad a España y su, de su menguante talla política. Lo dice, Fijo e no sabe lo que es el sentido de Estado, pero sí lo que hizo Mazón en sus horas de apagón de sobremesa. Tendrá que contarlo en una comisión de investigación. Ya vemos que la tregua ha durado bastante poco. Ha mantenido una conversación, Fijo e ha pronunciado su discurso ante el Partido Popular Europeo y enseguida ha salido del Partido Socialista para criticarlo, para censurarlo. Bueno, vamos a escuchar lo que, lo que ha dicho. Vamos hasta Valencia. Ahí se encuentra José Ramón Arias. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha habido varias referencias al asunto de las intervenciones de los líderes europeos que han participado en la primera sesión del Congreso del Partido Popular aquí en Valencia. Por ejemplo, el presidente de la Comisión, u r s u l a von der Leyen, ha agradecido el civismo demostrado por los ciudadanos españoles en el día de ayer. Una circunstancia que también ha valorado el presidente de los populares españoles, que ha pedido que se aclare qué es lo que ha ocurrido ayer, porque de momento no ha habido ninguna información calificadora ni en esa conversación que ha mantenido con Pedro Sánchez en un momento Que ha dicho es clave como el que vivimos en Europa. No obstante, estoy convencido de que todo se sabrá, de que el gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa. Y de que saldrán a la luz, nunca mejor dicho, las vulnerabilidades que sí o sí debemos de combatir para que nunca más este país colapse. Como lo ha hecho en las últimas horas. Núñez f i j ó q u e como decías, ha recibido 24 horas después de esa contestación, esa llamada del presidente del gobierno. Ha asegurado que todo se sabrá para que esto no vuelva a ocurrir y en eso ha dicho debe tener un papel fundamental la investigación que se abra en Europa. Un congreso este de los populares europeos en el que se ha cerrado filas en favor del libre comercio de Ucrania y del rearme del continente. El servicio ferroviario ha sido el que más ha tardado en recuperarse del apagón. De hecho, e s t a h o r a a las 8.25, a las 7.25 en Canarias,、eh, hay tramos que están lejos de la normalidad, al tiempo que se siguen registrando algunos retrasos e incidencias. Es el caso de Rodalías en Cataluña o los servicios reducidos que se aplican en Sevilla, en Alicante, en Murcia y en, en Valencia. El servicio de alta velocidad sí、si、funciona ya en el corredor mediterráneo, mientras Galicia ha recuperado la conexión con, con Madrid. Por cierto, Guerrenfe ha anunciado que los usuarios afectados podrán reclamar la e v o l u c i ó n del precio de sus billetes. Nos vamos a acercar hasta la madrileña estación de Atocha para comprobar la situación hasta ahora. Ana de Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siguen las colas aquí en Atocha para salir de Madrid, que por otro lado ha restringido también algunas de las zonas de la propia estación para acceder a los trenes. Poco a poco comprobamos que se va despejando la situación conforme van saliendo aquellos trenes, aquellos AVES que acumulan mayor retraso con destinos, entre otros, hacia Barcelona. Barcelona, Málaga, Logroño o Huesca. Aún así, el cansancio se empieza a sumar ya a la frustración por la espera. Pues nada, pues he, he llegado, me he sentado en el suelo, ya lavaré la ropa y los zapatos y todo y me he puesto a leer. A esperar que haya viabilidad, que se pueda circular y entiendo que primero han estado saliendo todos los trenes que estaban retrasados desde ayer. El resto ni te informan, ni te dicen, ni ponen nada. No sabemos absolutamente nada. Es decir, si son tres horas de espera、no、y nadie, te dice, nadie te dice nada. Te dicen que esperes a que a n u n c i e en tu tren. Toca estar muy atento a la megafonía, pantallas y al refuerzo de operativos que, según Adif, continúa en las 32 estaciones que han permanecido abiertas esta pasada madrugada. Por los alrededores de Atocha quedan aún algunos, aunque ya pocos, efectivos de la UME y de la Cruz Roja. Déjeme saludar a alguien a quien solemos recurrir para explicar todas las cuestiones tan complicadas de, de la energía. Es el director del periódico de la energía, que es un medio fundamental para seguir todo lo relativo a este, a este sector. Es Ramón Roca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si se mantiene la comunicación, porque va en tránsito Ramón y estas cosas siempre, siempre son complicadas. Así que vamos rápido. Eh, Ramón, eh, vamos a ver, la red eléctrica ha señalado que la causa más probable es la desconexión repentina de dos centrales de generación eléctrica en el suroeste de la península. O sea, ¿eso explicaría el, la misteriosa desaparición de los 15 gigavatios? Bueno, podría técnicamente ser una de las posibles causas, pero puede que no sea la única. Es parte de la investigación que está llevando a cabo Red Eléctrica en estos momentos. Esas dos centrales, dependiendo su tamaño y la red y todo, pues,、eh, podrían haber generado lo que se denomina una frecuencia más baja de lo normal. Es decir, que la tensión de la red、eh, no fuese la adecuada. Y eso podría haber.、Eh, Haber llevado a toda la red hacia el desastre、eh, que se produjo la caída de los 15 gigavatios. Así que sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que detrás de esa decisión de desconectar estas dos centrales estarían esos misteriosos también operadores privados que señala el gobierno. Es decir, por eso señala la culpabilidad de los operadores privados. Bueno, yo es que realmente lo que ha dicho de momento el gobierno Pedro Sánchez en su. En su caso, no lo tendríamos en cuenta. Vamos a esperar a lo que, a lo que va a decir Reza Eléctrica, porque no sabemos de quiénes quién son esas t centrales, no se sabe ni de qué tecnología es, entonces es mejor no hablar、claro. antes de tiempo. Pero bueno,、eh, ahora ten en cuenta que está reunido el, el presidente del gobierno en Moncloa con su equipo, con todos esos operadores privados, por lo tanto, yo creo que es mejor.、Eh, Un, un Estar de, de buen rollo y, y, no, y, no, y no generar problemas、sí. entre gobierno y las eléctricas. b u En o en cualquier caso, esto merece un análisis más profundo, ¿no? porque nos decían que esto no podía ocurrir e insistían en que no podía ocurrir. No sé si en esto ha tenido algo que ver el, el hecho de un mix energético que es ahora, también lo leo aquí en el periódico de la energía, tenía un 78% de renovables. Sí, la verdad es que, bueno. Más que renovables es generación que es asíncrona, que eso hace que sea menos estable el, el sistema y la red.、Eh, pero sí, estábamos sobre todo, ese es el, el quiz de toda la cuestión. n q u e es el, el problema? ¿Que haya renovables o, o que haya menos generación síncrona como la nuclear, los ciclos combinados o la hidroeléctrica? En ese momento había muy poco de esas tres tecnologías. Y podría haber sido la causa de ello. Y eso que ya podríamos descartar, como ha dicho Red Eléctrica, de que haya un ciberataque detrás de, de todo este apagón. Claro.、Eh, porque entiendo que el ciberataque sí es fácil de identificar. Quizás seguir el rastro hasta el, el final, el culpable,、eh, sea complicado. Pero saber que se ha producido un ciberataque o menos 31 horas ya, ya se sabría, ¿no? Sí, eso ya se sabría. Seguramente el que lo. Si tuviese eso el ataque, l o habría puesto la medalla.、Claro. Ya, no, ya se habría sabido. Pero, pero aparte, se habría filtrado. Lo que es es muy complicado poder llevar un ciberataque de, de tal magnitud a, contra un sistema、eh, eléctrico nacional. Es más fácil tumbar una central, por ejemplo, que, que solamente o una parte de la red. Pero tumbar todo un sistema es muy complicado. ¿eh? Claro. No es, no es fácil. Entonces entiendo, entiendo、eh, por, lo que, por lo que dice Ramón que el problema no es、eh, que se produzca mucha energía solar, por ejemplo, sino que quizás、eh, sería necesario tener un almacenamiento de respuesta rápida n ¿no? no, no、sé, o, o mantener una generación síncrona ¿no? de, de, de este tipo de energías, hidráulica, térmica o nuclear. Eso es. O sea, yo creo que hay que mantener y apostar por tener un mix. Que, que ayude a tener el sistema eléctrico más estable. n o Hay que empezar a tener eso en cuenta y no solamente que, que sea por cuestión de precio.、Claro. Eh, ahora lo más importante es tener la seguridad de suministro y entonces habrá que tener más en cuenta este tipo de tecnologías. Por tanto, el a p a g ó nuclear n que se quiere llevar a cabo en el futuro ...pues habría que repensarlo. Claro. O sea, entiendo que eso es lo que nos están señalando también, de alguna manera, nuestros、eh, socios y vecinos europeos, ¿no? Tanto Alemania como Francia. Cuando dicen, oiga, aquí no puede ocurrir p u e s tenemos un mix más compensado o tenemos un sistema más redundante, ¿no? Bueno, yo creo que ellos、eh, pondría las barbas a remojar. <risa> también. ¿no? ¿Sabes? Porque, porque tampoco pueden decir ellos que de esta agua no beberé, porque. Eh, aquí en España ya nos lo han dicho en varias ocasiones,、sí. a pesar de que varios periodistas hemos publicado informaciones al respecto de, de ese peligro que había en el sistema, y, y, y al final ha caído el, el, el sistema entero. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Yo,、sí. si fuera Francia o Alemania, no, tampoco iría aquí sacando pecho、sí. de eso, t ¿no? eh, porque esto le puede pasar a cualquiera. Ningún sistema eléctrico tiene cero riesgo.、Sí. Eh, esto me interesa, esto que dices que que, que que algunos periodistas efectivamente habéis advertido de que esto podría ocurrir en España. Como solemos tender a un cierto triunfalismo, decir que tenemos el mejor sistema de esto, el mejor sistema de lo otro, la economía de la Champions y no sé qué.、Eh, cuando, cuando tú publicas esas noticias,、eh, ¿qué, ¿qué te decían? ¿Qué, qué, qué, qué recibías? Eh, eh, te decían, bueno,、eh, pero ¿qué, qué ¿eres un apocalíptico? Pues, pues el. El famoso tweet que ha salido Red Eléctrica sobre que no hay apagón y eso, eso es una respuesta a una noticia, a una información mía. Ah, vaya. De、bueno. hace dos semanas. Dos semanas, nada menos. Pero, pero. Sí, sí. Pero bueno, que eso no es lo importante. Ya, ya. Lo importante es que, que, que efectivamente teníamos, o, o supuestamente teníamos un, un sistema eléctrico muy robusto, con un operador del sistema eléctrico que es de primera fila en el mundo. Y es sorprendente que, que haya pasado esto realmente. O sea, a mí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Es algo que no me esperaba absolutamente para nada, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 133 mil megavatios de capacidad en todo el sistema eléctrico, ¿no? Para solamente cubrir. Unos treinta y tantos gigavatios. Entonces, que, que, que haya pasado esto no, no, no、claro. es normal. Bueno, Ramón Roca, director del Periódico de la Energía, te agradecemos de verdad que nos estés atendiendo. Además, en estas circunstancias en tránsito, nos ha respetado la comunicación y, y eso nos ha permitido aclarar muchas cosas. Gracias, Ramón. Un placer, Rafael. Hasta la próxima. La brújula. Hoy tenemos un nuevo mensaje de BVA b para accionistas de Banco Sabadell con el asunto Un Banco que Suma.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 La brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. Muy buenas, Latorre. Con la Champions, en unos minutos arranca el Arsenal PSG. Mañana juega e l b a r ç a frente al Inter y con noticia en el Real Madrid de lesiones de r ü d i g e r y de Mendy, las dos graves. Se pierden lo que resta de temporada y de sanciones. Las expulsiones en la final de la Copa del Rey ya tienen consecuencias. El comité se ha pronunciado seis partidos de sanción para r ü d i g e r Tendrá que cumplirlos en Liga, los cinco que quedan esta temporada y el primero de la próxima. Dos partidos a Lucas Vázquez, que los cumplirá en la Copa del Rey. Y dejan sin efecto la Roja Bellingham después de los vídeos aportados. Son esas sanciones después de las Rojas que vieron el sábado en la Cartuja. Pues vamos con ello. Venga. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. Y hemos recobrado la normalidad. Normalidad en el Mutua Madrid Open, que ha vuelto a abrir sus puertas. En la Champions. Ha llegado el Inter a Barcelona sin problemas. Aterrizados en el aeropuerto del Prat. En el partido de Segunda División, aplazado ayer. Que se está jugando hoy en Almería y en el Movistar Arena, que ayer abrió sus puertas para acoger a cientos de personas que no pudieron viajar desde Madrid ni encontrar una plaza de hotel y pasaron la noche en el Palacio de los Deportes. Pues el recinto acoge hoy el tercer partido de la serie de la Euroliga entre el Real Madrid y Olimpiacos. Y hoy Champions en Londres y mañana en Barcelona. Vamos antes a arrancar con la última hora del Barça, que es el único de los equipos españoles que sigue compitiendo en Champions y que aspira a jugar una final 10 años después. De la que ganó en el 15 con Luis Enrique, entonces en su banquillo. Alfredo Martínez, última hora, buenas. Buenas tardes, Hansi f l i c k no recupera ni a Robert Lewandowski ni a Alejandro Valde para el partido de mañana frente al Inter de Milán, lo cual a b l i g a las esperanzas. De que va a repetir el mismo once titular que venció en la final de la Copa del Rey. De hecho, hoy ha sido una suave sesión preparatoria. Han comenzado 45 minutos tarde porque ha habido charla y vídeo. En principio jugarán los mismos que vencieron al Real Madrid. Porque además no estará Marc-André t e r s t e g e n Ha sido muy rotundo el técnico alemán indicando que en Champions su portero será s Chesny. Ha dicho también que espera un subidón importante por el triunfo conseguido en la Copa del Rey ante un Inter de Milán que es un gran equipo. Defensor y con transiciones. No olvidemos que se enfrentan el mejor ataque de Europa, el Barcelona, y la mejor defensa, el equipo de i n z a g h i También ha sido muy protagonista la Min Yamal, primera rueda de prensa que ofrecía en la Ciudad Deportiva. Y lo hacía cuando se cumplen dos años de su debut y 100 partidos mañana oficiales con el equipo Azulgrana. Desde luego ha demostrado tanto desparpajo como en el campo. No ha dejado indiferente a nadie y ha dejado frases como estas. Bueno, para que se me pase más rápido el tiempo hasta el día del partido. p A r entretenerme un poco, pero no, la, la verdad, de momento me está saliendo bien, pero no sé, lo hago porque, porque me aburro en mi casa, yo creo, y ya está. m n t a Kane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. A mi edad, pocos jugadores h a b í a n tenido tantos partidos con un club tan grande como el Barça. Entonces, yo creo que eso es lo que más valoro, tener、eh, la cabeza de estar siempre motivado, que yo creo que al final es muy fácil en un club así. Yo creo que eso, tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 17 años en el Barça, no lo hace cualquiera. No he tenido ese miedo, pero, pero sí tengo la motivación y esas c o g i l l a s que tienes en la barriga antes del partido, pero、pues、yo creo que eso es bueno. Pero miedo, uf, lo dejé en el parque, te m a t a r ó hace tiempo. Bueno, es que no le llamaría presión. Un ambiente como el que vivimos en la final de Copa del Rey, con las dos aficiones, es salir a disfrutar, es algo que no se vive siempre. Entonces, no me lo tomo como presión, me lo tomo como algo bueno, algo, una experiencia nueva que me encantaría vivir otra vez. Y al tomármela así, pues no siento presión. Siento que tengo que disfrutar e l momento. El otro día fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente. a Sí que las piernas nos daban más. Estábamos. s i e s í s i m o s todos, todos hemos soñado con jugar en el Barça y cuando llegas a una final contra el Madrid, pues el corazón va más que las piernas y pues das todo lo que tienes. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado en algunas temporadas y que esta lo tenemos. No me comparo con nadie, mucho menos con Messi, lo dejo a vosotros. Y o creo que esa comparación no tiene sentido con Messi, menos aún. Obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él. Al final, está jugando una semifinal de Champions, no, no es el mismo contexto que jugar un partido de, de Liga, con todos los respetos, pero está jugando por pasar a la final. Entonces, yo creo que lo darán todo, c o m o、no nosotros Y será un partido muy complicado y no tiene nada que ver los resultados del Inter. Se espera un lleno espectacular, con más de 2.700 seguidores del equipo italiano, partido catalogado de alto riesgo. Ambiente sensacional, el Barcelona camino del póker, penúltimo obstáculo, el Inter italiano. Mañana, Barça-Inter, a partir de las 9, habrá Radio Estadio en Onda Cero. Hoy, la sanción especialmente dura para r ü d i g e r la esperaban en el Real Madrid y lesiones de r ü d i g e r también y de Mendy, que se pierden la temporada. Fernando Burgos, muy buenas. ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. Seis partidos para Antonio Rudiger. Se p i e r d e las últimas cinco jornadas de esta liga y no jugará tampoco la primera de la próxima temporada, la 25-26. La horquilla era de 4 a 12. Bueno, pues está bien, en el Madrid se lo esperaban. Lucas Vázquez, dos partidos de sanción, no los va a cumplir la próxima temporada porque abandonará el Real Madrid a final de esta campaña. Y la buena noticia para el conjunto blanco: ha dejado sin efecto el comité de competición la tarjeta roja a Jude Bellingham, por tanto, no tiene castigo. Podrá jugar todos los partidos que quiera de aquí a final de temporada. Y en cuanto a lesiones, a partes negro, parece más una crónica de sucesos. Por la mañana hemos sabido la operación Antonio Rüdiger de una rotura parcial del menisco externo de su rodilla izquierda. Le tendrá de baja entre seis y ocho semanas. El alemán confía en recuperarse para el Mundial de Clubes que comienza el 14 de junio en Estados Unidos. Ha publicado Rüdiger un tuit esta mañana donde ha querido explicar. Y decir que llevaba siete meses con muchísimo dolor en esa rodilla izquierda. Y digo, aún así, r ü d i g e r es el segundo jugador blanco con más minutos esta temporada, casi 4.200 repartidos en 50 partidos. El segundo por detrás de Fede Valverde. Y hace un par de horas, parte médico de Ferland v e n d y que se va a perder todo lo que resta de temporada, incluido el Mundial de Clubes. El defensa francés, ya te lo conté el sábado pasado, estaba. Eh, lesionado antes de la final de Copa, llevaba 45 días sin competir desde el 12 de marzo. Pues bien, se lesionó a los 8 minutos de la final frente al Barça. Tiene una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho, entre 10 y 12 semanas de baja. Una auténtica barbaridad. Por cierto, tercera lesión muscular de Mendy, la segunda en ese cuádriceps de la pierna derecha. Y por último,、eh, lo menos grave, Ceballos es duda para el domingo contra el Celta a partir de las. Dos de la tarde en el b e r n a b é u sufre un esguince en su tobillo izquierdo que también se produjo ante el Barça en la final de Copa del pasado sábado. Gracias, Fernando. Lesiones y sanciones en el Real Madrid. Noticias de este martes 29 de abril. Y hay una declaración que ha llamado la atención en Sevilla. Suso, que no tuvo minutos ni relevancia con García Pimienta en el banquillo del Sevilla, ha vuelto a tener minutos con Caparrós. Una vez que Lutreano se ha incorporado a ser el entrenador del Sevilla, pues Suso, yo creo que no echa de menos d e m a s i a d a Pimienta, ¿no, Carlos Hidalgo? No, al contrario, buenas tardes. <risa> Muy buenas. Suso, hay que decirlo claramente, se ha alegrado de la destitución de García Pimienta. En los últimos cuatro meses solo jugó nueve minutos con el técnico catalán del Sevilla. Estuvo siete partidos sin participar un solo segundo. En la mayoría de encuentros ni le mandaba a calentar. Y era obvio que algo pasaba. Pues、eh, lo que pasaba es que hubo una bronca y a raíz de ahí le hizo la cruz el que fuera técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy lo ha explicado el gaditano que acusa a Pimienta de faltarle al respeto. tema con Pimienta no voy a ser brusco por t por,、bueno, por el m a por e respeto que él no me ha tenido. Yo creo yo que sí se lo voy a tener yo, ¿no?、Eh, no era un tema deportivo, era un tema personal、eh, suyo y mío. Eh, eh, por una cosa que tuvimos y. Lo que está claro que no era un tema deportivo, era un tema personal. Entre él y, y mío, de,、eh, una charla que tuvimos、eh, en cuanto a entrenamiento, básicamente,、pues、me sentía un poco de impotencia. ¿no? Yo creo que ha habido muchos partidos que a lo mejor, o, bueno, que yo creo y pienso que, que podía haber ayudado al equipo ¿no? en situaciones complicadas.、Eh. Por cierto, como curiosidad, a Suso no le gustaron las lágrimas de, de Burgos Bengoechea. Dice que no le valen esas quejas porque en el fútbol todos lo pasan mal por algo. O, o gordo, pero las dos c a s a s a la vez no. Leo Harlem. Hace unos años saludía todos por depilaros y ahora por poneros pelos. Jesús Viral. Esto es promoción y hay que aprovecharla. Que la ocasión la p i n tan calva. Amaya Salamanca. Polículo. Ay madre, pero se、si、parecen tres aleros. María h e r v á n z ¿Te has puesto en t r agas? Eva Ugarte. Por los pelos. Mañana a las 11 menos 10 de la noche e s t r e n o en el peliculón de Antena 3. ¡Viva a En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Contarlo. Vamos a contarlo, es una interioridad del programa, pero ya saben que esto es un reality show y no un programa informativo, con lo cual no le hurtamos nada al oyente. Ayer el primero que identificó el marco que estaban labrando en la Moncloa muy minuciosamente, ¿eh? con toda su filigrana, fue Paco Pascual, ¿eh? que me envió un mensaje y me dijo: Acaba de referirse a Red Eléctrica como operador privado. Y desde entonces no dejamos de escuchar lo de operadores privados, operadores privados, operadores privados. El gran chivo expiatorio, el mejor amigo del hombre, que diría el profesor Rodríguez Brown. Si es que todo está aquí, en la brújula de la economía. ¿Qué tal, Paco Pascual? ¿Cómo estás? Bu buenas noches, buenas noches. Contento de verte, Rafa, y de que me reconozcas mi, mi, mi, mi, mi poco contrastada intuición para、Total. leer a Sánchez. Pero bueno, a veces se acierta. Sí, sí, tu malvada suspicacia, más bien, que al final pues, se confirma. Ven,、eh, que. Los malvados,、eh, los, lo que antes llamaban los apocalípticos, vaya, pues vamos teniendo un cierto predicamento. Aquellos que nos habíamos hecho con el kit, por ejemplo. John Muller, nuestro prepper de la brújula de la economía, que ayer, vamos, le pilló el, el apocalipsis a John Muller, le va a pillar haciendo un f i d e u a ¿Qué pasa, John? ¿Qué tal? ¿Cómo está Rafa? ¿Es no, pues no me pilló haciendo una f i d e u a No, lo digo mal. Y, porque...、no, y, y, y lo primero que dije fue: no le hice caso a Fonder Legend y no tengo kit. Pero si tú eres el que me ha dicho a mí que hay que hacerse con un kit, llevas insistiendo. Llevo que, diciendo que hay que hacerse, te... pero no me he hecho. Pues yo me he hecho: mira, yo tenía un kit, yo podría sobrevivir, pero no, no sé, hasta el año 2060. Me di cuenta, dije a mi familia: ya, ya. si viene alguien a pedir algo, pues dádselo, ¿eh? no hay ningún problema. Pero tampoco vayáis predicando lo que tenemos por aquí, ¿vale? no vaya a ser que de repente haya saqueos. Bueno,、eh, Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches.、Eh, Carlos Segovia está en, en Valencia, claro,、es. sí. La, sí, es una、sí. cita informativa de primer on, orden, ¿no? Y, y, a eso y, has acudido e n t o n c e Yo acabo de venir de allí. ¿Cómo llegaste, Carlos? Pues、eh, la verdad es que a tiempo sí que llegué, llegué justo antes del apagón, con lo cual no tuve problemas Ah, vale, vale, vale, vale.、Ah. Pero ibas al Congreso del Partido Popular Europeo, ¿verdad? Así es,、ah, así、bien. es, sí, sí. Donde, por cierto, acabamos de ver a Úrsula von der Leyen, no, no, no ha insistido en lo del kit. <risa> pero, <risa> Hombre, pero, fin. Pues eso es un gesto de elegancia, porque podía ahora reclamar su triunfo y decir, Os lo dije. Que no hay nada más, menos constructivo que el Os lo dije. Hay、eso、expertos en Os lo dije, ¿no? Qué cosa tan molesta, ¿no? El Os lo sí, dije. Yo ya lo dije. Y, y fíjate, Úrsula von der Leyen, pues ha renunciado a ese postrero triunfo de decir que yo tenía razón con lo del kit. Y además. Eh, tenía, tenían que haber metido el transistor a pilas, que siempre se les olvida. Ahora ya no se les va a olvidar jamás. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Ignacio Rodríguez Burgos ya es el recorma mundial de permanencia delante del micrófono. Lo ha conseguido, así se lo ha reconocido ya el libro Guinness, que <risa>、no, no, aparecerá、bueno. en la próxima edición del Guinness de los r é c o r d s Hay ¿eh? compañeros que se han tirado más tiempo, ¿eh? no te creas, incluso en esta casa. <risa> Sí, sí, lo sé, es pero hablando. Muy difícil, es muy difícil superar al SINA. <risa> pero bueno, bueno, tú ayer estuviste ahí rayando el, el, el récord.、Eh, pues nada, vamos con tu mirada cítrica, ¿te parece? Me parece estupendo porque las causas del corte de luz masivo de ayer siguen tan oscuras como un apagón a medianoche. Pero fíjate, hubo también cortes importantes en la red de telecomunicaciones, de eso hablaremos en profundidad. Y por esas cosas que solo se explican por el movimiento El movimiento de las alas de una mariposa, varias zonas de Groenlandia han sufrido problemas en las telecomunicaciones por culpa del apagón de España. Y es que Tesius, la compañía responsable de las comunicaciones de Groenlandia, resulta que tiene parte de sus equipos de conectividad de satélites en Canarias. s g u o No sabemos qué dice de esto G.D. Vance, de que en Groenlandia se corten las comunicaciones por culpa. Del apagón en España, y eso que Canarias es una isla sobre una isla energética. Pero las o p e r a d o r e s de telecomunicaciones que dan servicio en España, eso sí, han recuperado prácticamente la totalidad de la conectividad. Bueno, el presidente del gobierno no sabe explicar lo que pasó ayer, pero sí sabe atribuir las responsabilidades, lo cual desde luego tiene su mérito. ¿eh? O sea, no saber lo que ha ocurrido, pero ya tener un culpable desafía toda lógica. Bueno, pero ayuda excepto, al final.、Claro, excepto que, que se trate de un relato, una narrativa política prefijada, como es, parece, el caso. Porque Pedro Sánchez exige responsabilidades a los operadores privados. Atención, ¿eh? este es el nuevo animalito que va a ir circulando por ahí, los operadores privados. Y acusa también a las nucleares. Sí, todavía no se sabe exactamente qué pasó para que España se quedara sin electricidad, pero Pedro Sánchez ya apunta con el dedo a los presuntos culpables, a los sospechosos habituales. Primero. A las nucleares. Dice que no son una solución, que son un problema. Y lo dice a la vez que agradece la llegada de electricidad de Francia. Electricidad, por cierto, en su mayor parte de origen.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 Sánchez ha pedido esta tarde a las operadoras eléctricas, que se ha reunido con ellas en la Moncloa, colaboración para descubrir las causas del apagón. Fuentes, fuentes de ...bueno, pues de algún miembro que estaba por allí, sentado con el presidente, dice que ha estado muy amable. Ha pedido、mm -hmm. mucha. Bueno, pues,、claro、que ha、sí. insistido en lo de contribuir a buscar las causas del incidente. Pero también es bueno recordar que el gobierno, a través de las EPI,、eh, ya que hablamos de operadores、eh, privados, Pues sí, claro, la SEPI es el dueño del 20% de la red eléctrica de España.、Mm -hmm. eh, y por cierto, algo más allá de lo que es controlar el 20% del capital de una empresa, porque evidentemente el 80% es privada.、Mm. Esta empresa funciona en régimen de monopolio, en el transporte de la alta tensión. El ejecutivo es quien pone las reglas. Y además, también quien pone y quita a los presidentes de la compañía. De los cuatro últimos presidentes, uno ha sido ex secretario de Economía y de Energía del Partido Popular, y los otros tres han sido ministros de gobiernos socialistas, como es el caso de la actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda y antes fue registradora de la propiedad.、Eh. Bueno, y hay pero... que añadir que, bueno, en la reunión.、Eh, Esta reunión con las eléctricas, pues han estado Acción Energía, Ha estado Naturgy, Ha estado Endesa, Ha estado Iberdrola, Ha estado EDP. Bueno, han estado pues, todas las que tienen que ver con que se encienda la bombilla de la luz. También te digo que hay amenazas que vienen envueltas en papel de c e l o f á n porque uno puede decir muy amablemente: Espero que ustedes colaboren en la investigación de lo ocurrido y todo el mundo e n t e n d e r perfectamente el mensaje, que es: Entréguenme algo. Que yo pueda enseñar a los españoles. n o、eh, Claro, es que esto. La Comisión Europea también quiere saber lo que ha ocurrido. Y vaya,、eh, es normal, se trata España de la cuarta potencia.、Mm, hay que tener garantías de que su sistema energético es solvente, es previsible al menos. n o Sánchez dice que no se descarta nada. Pero Red Eléctrica descarta el ciberataque como todo el mundo. El único ya que lo sostiene es Pedro Sánchez y apunta a un fallo de generación. Sí, Red Eléctrica apunta a una desconexión de generación fotovoltaica en el suroeste español, que por cierto. Expertos del sector nos dicen que es el paraíso de las fotovoltaicas. Ahí están todas y ahí están todas las compañías eléctricas y también muchísimos fondos de inversión、eh, con parques fotovoltaicos. Pero lo que no se sabe es por qué hubo esa desconexión. Es lo que hay que investigar, indica Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica. Bueno, lo que hemos identificado en este momento, como hemos dicho, es dos incidentes separados del tiempo. Pérdida de、eh, generación. La identificación concreta de las、eh, instalaciones de generación、eh, como elemento principal e inicial, después、eh, desconectó mucha más generación hasta el punto final de que desconectó, evidentemente, toda. ¿no? Lo más afectado por el corte de electricidad, sin duda alguna, ha sido el servicio ferroviario. Los trenes van, los trenes van en muchos lados al Trantran -tran, y en otros ni van. Como en algunas líneas de cercanías de Cataluña. Y todo esto tendrá un multimillonario coste económico para las empresas, para el país, como indica Lorenzo Amor. Hay poblaciones como puede ser Jaén, como puede ser algunos pueblos de Córdoba, que bien e n t r a d a a las ocho y media de la mañana todavía no habían recuperado la luz propia COE, s、pues、e ha estimado una pérdida del 0,1 del PIB, lo que nos acercaría entre 1.600 y 1.700 millones de euros. Bueno, y hay alguna noticia más, no, pero tampoco hace falta que sea todo relacionado con el apagón, ¿eh? Pues no, lo único que te puedo decir es que cuando regresó la luz, sabes quién estaba ahí, ¿no? ¿Quién? ¿Quién seguía ahí? Donald Trump. ¡Donald Trump! Seguía <risa> ahí. Porque Rafa, hoy celebra sus primeros 100 días en el poder de este segundo mandato. ¿Y qué, mejor, qué mejor manera para celebrarlo? Firmando órdenes ejecutivas, pero esta vez va a firmar una orden ejecutiva para aliviar ¿eh? el impacto de los aranceles en el sector del automóvil. Y otro dato a tener en cuenta: cuando llegó la luz, se apagó de nuevo la reducción de la jornada laboral.、Vaya. Y siento la metáfora, porque el gobierno ha decidido retrasar una vez más la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Mañana hay consejo de ministros, pero tampoco va a ir. ¿Mm? Para la semana que viene. Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Azucarera anuncia una reestructuración tras un deterioro de 120 millones. Sí,、pues、efectivamente, ha sido el grupo británico dueño de la compañía española ABE Foods, que por cierto es el dueño también de la cadena textil Primar, que ha anunciado esta reestructuración. Afirma que con precios altos del azúcar no había problemas, pero ahora el deterioro de las condiciones del mercado ha demostrado que la base de costes es demasiado elevada. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber ajustes en España en propiedades. En empresas, en personal de azucarera. La inflación se modera una décima, en abril al 2,2%. Por la energía. Sí, la evolución del gas, la luz y las gasolinas han c o n t i n u a d o la subida de los precios en este mes de abril, según los datos provisionales adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Abriciar con una tasa de variación interanual, que como indicabas, del IPC del 2,2, su nivel más bajo d e s octubre. Esto contrasta con el avance del IPC subyacente, que rompe la tendencia a la baja de los últimos meses y sube al 2,4. Y una cosa más: el pasaporte dorado de Malta para inversores es contrario a la legislación de la Unión Europea.、Si、esto e、no、r importante. Porque la Comisión Europea llevó a Malta a los tribunales en el 2022 por este plan que otorga a los extranjeros un pasaporte maltés y, por lo tanto, derecho a vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea a cambio de pagar al menos 600.000 euros, comprar o alquilar una propiedad de cierto valor y donar 10.000 euros a organizaciones benéficas. El Tribunal de Justicia dice que el plan equivale a convertir la adquisición de la nacionalidad en una mera transición, transacción comercial. Recordemos que muchos rusos que había en、Javier、Reino Unido, en Francia y en España tenían pasaporte. いいです。 Bueno, venimos hablando de la situación económica actual, pero ahora vamos a centrarnos en algo que nos importa y nos preocupa a todos: el futuro de nuestras pensiones, porque es necesario concienciarnos de que es fundamental ahorrar para la jubilación. España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, superando los 83 años de media, y la natalidad está en mínimos históricos. Según el INE, en 2050 habrá apenas dos personas en edad de trabajar por cada jubilado. Esto hace que sea más urgente complementar las pensiones públicas con ahorro privado, porque no van A ser suficientes por sí solas para mantener nuestra calidad de vida. Por eso sería importante que fuéramos previsores, como explica Javier Oliveros, director comercial de m a Freiberia. En general, los españoles no ahorramos lo suficiente. Aunque hay una mayor concienciación en los últimos años, seguimos confiando demasiado en el sistema público de pensiones y retrasamos la decisión de ahorrar de forma privada. De hecho, la mayoría de las personas no empieza a pensar en su jubilación hasta que se acerca a la edad de retiro, cuando el esfuerzo para ahorrar ya tiene que ser mucho mayor. Tenemos un amplio abanico de posibilidades de ahorro: inversiones, renta fija, variable, bonos, acciones o planes de pensiones. Y estos últimos son una buena alternativa. Permiten desgrabar en la declaración de la renta, lo que supone un ahorro fiscal inmediato. Además, están pensados a largo plazo y diseñados específicamente para la jubilación. Con una gestión profesional del ahorro y la posibilidad de adaptar el riesgo en función del perfil del ahorrador y su edad. Es cierto que la legislación actual no permite una cantidad suficiente de ahorro a través de planes de pensiones individuales, por lo que es importante complementarlos con planes de empresas o los específicos para autónomos y con otros productos como planes de ahorro o PIA. s ...que Ofrecen más flexibilidad. Aunque sea con aportaciones pequeñas, lo importante es empezar a ahorrar, ser constantes y hacerlo con una compañía sólida. Javier Oliveros destaca las ventajas de los planes de pensiones de Mafre. Mafre es una compañía sólida y que ofrece seguridad al ahorrador, que puede confiarnos su dinero con total tranquilidad. Contamos con la gama más amplia de planes de pensiones Que se adaptan a todo tipo de perfil y a las diferentes circunstancias de la vida. Y con los mejores profesionales expertos para darles asesoramiento acerca de cuál es el producto más adecuado para ellos. Mafre se ocupa de tu futuro para que tú puedas disfrutar del presente. La brújula. Onda Cero. Nunca había s venido. Senta.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 La Torre. Las 9 y 18, las 8 y 18 en Canarias, la brújula de la economía, con Carlos Segovia, Paco Pascual, John Muller y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Y por dónde empezamos? Bueno,、eh, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo entre Red Eléctrica y el gobierno. Que lo señale como operador privado no es otra cosa que una forma de tomar distancia, entiendo yo. Y eso significa desentenderse de la gestión que haya podido hacer Red Eléctrica por lo que pudiera salpicar al gobierno, ¿no? En cualquier caso, no hemos visto desde luego una fotografía de Pedro Sánchez con Beatriz Corredor, no lo sé, pero desde luego、sí. no una comparecencia de Beatriz Corredor, ¿no,、bueno. Carlos Segovia? Sí, no, pero sí, sí la hemos visto porque anoche se reunió Pedro Sánchez y, y medio gobierno con Beatriz Corredor y el propio Sánchez difundió unas imágenes、uh -huh. en las que se le veía a él enfrente de Corredor y la verdad es que en t o n o bastante serio. ¿no? Esa, esa amistad que tienen, que han tenido durante años Beatriz Corredor y Sánchez, desde luego no se exhibió en las imágenes que difundió Moncloa. Recordemos que Beatriz Corredor、eh, es que fue concejal junto a Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando, cuando él, en fin, ni, ni imaginaba, yo creo que iba a ser presidente del gobierno. Entonces, de, de esa amistad、eh, continuó tanto, tanto que Sánchez la nombró presidenta de Redella. Sin embargo,、eh, pues sí, no, no se nota ahora, desde luego.、Eh, yo, yo acompañé a John la semana pasada a una conferencia que, que, que dio delante de unos estudiantes. Eh, en la Universidad Francisco de Vitoria fui a, a, a lo que se llama ...a ponerle el botijo a la sombra, y allí, para, para, <risa> para, para, para explicarles a los estudiantes cómo se procedía la comunicación política ahora mismo,、eh, les explicamos que、eh, antes se hablaba de hechos y ahora se habla de marcos. Y, y, el, y el presidente del gobierno nos está dando toda una lección en dos días. De lo poco que le importan los hechos, porque ha comparecido unas cuantas veces para decir absolutamente nada. Nada factual. Nada factual. Oye, pues no ha pasado esto más que lo que veíamos. O sea, que es se amparo los trenes. Bien. Pero so, nada que cualquier ciudadano no supiera. De hecho, ha dicho tan poco concreto que lo, a lo que se ha dedicado es a abrir más hipótesis. O sea, Red Eléctrica decía: no ha、no、habido un ciberataque. Y Sánchez decía. Pues no lo sé, es posible que sí. Pero en lo que se ha empeñado muchísimo es de establecer un marco que lo estableció en su comparecencia de ayer de las 11 de la noche, cuando、eh, dijo que iba a pedir responsables, responsabilidades al operador privado. Privado. Y yo decía, ¿pero, pero privado de qué?、Hmm. Privado de pri, independencia. Pri, privado de independencia, efectivamente, porque depende absolutamente. Del gobierno. No, no tiene una participación pequeña el Estado en, en red eléctrica. No, tiene la participación de control. De control, efectivamente. Y pone, como ha explicado Ignacio, a la presidenta. Y durante todo el día, en sus comparecencias, lo que se ha explicado... ha lo, ...lo único que se le ha oído es hablar de operadores privados. Y ahora, bueno, pues se ha, se ha reunido con los operadores privados, estableciendo un marco diferencial. Entre lo público y lo privado que no funciona al parecer, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, a, a, unos,、eh, a, a más de 24 horas de que hubiese sucedido el apagón, lo único que sabemos los españoles por boca de, de su presidente es que las responsabilidades se van a pedir a lo privado. Eso es lo que sabemos, nada más. Sí, es, eso es exactamente así. O sea, él ha creado la confrontación entre lo público y lo privado desde ayer y lo ha transmitido así, siendo totalmente falso. Y hoy ha dicho dos mentiras, porque además, vamos a ver,、eh, yo creo que Pedro Sánchez, después, sobre todo, del tema del episodio de las balas israelíes y, de la, y del aumento del gasto militar que tiene que aprobar en l Consejo de Ministros, pero no en el Parlamento. Eh, tiene un problema con la izquierda y es que no puede abrir un agujero en el que tenga que prorrogar la vida de las centrales nucleares o empezar a analizar de manera razonable cuál tiene que ser el mix energético.、Uh -huh. eh, porque lo que sí está quedando claro cada día es que el mix energético que Red Eléctrica, Redella, estaba preprogramando cada día era equilibrado, pero era frágil. O sea, estaba equilibrado, pero era frágil, sobre todo porque todos los expertos saben que mientras más energía fotovoltaica renovable programes, menos inercia tiene el sistema, porque la que no tiene inercia es la fotovoltaica. La eólica todavía puede tener, pero es que la fotovoltaica no tiene ninguna. Con lo cual, levantar un sistema a partir de fotovoltaica es suicida prácticamente, según los técnicos. Bueno, hoy Sánchez ha, hecho, ha lanzado dos mentiras al público: una es la de que, de que Redella es privada. Y de que esto es una confrontación entre privados y públicos, y la otra es el tema nuclear. Pero en el tema nuclear es que yo creo que se ha pisado a, a sí mismo el argumento, o sea, ha dicho que las nucleares no han sido la solución porque estaban apagadas. ¿Cuál va a ser la solución cuando ya no existan directamente? Porque hoy estaban apagadas, porque resulta que el número, el, la cantidad de impuestos que le ha colocado al kilovatio nuclear son tan altos. Que ya no, ni siquiera las empresas operadoras los utilizan de backup.、Mm. Así que ya no tienen las centrales nucleares tan disponibles como en otras circunstancias para que entren a funcionar. Cuatro de los 15 gigavatios que desaparecieron eran nucleares. Los otros 11 eran fotovoltaicos. O sea, ese es un dato. Y Sánchez v a y dice que aquí quienes están vinculando este incidente a la falta de nuclear, francamente mienten o demuestran ignorancia. Pero vamos a ver, es que、si、precisamente el episodio no se ha producido sobre la hidráulica ni sobre los ciclos combinados ni nada de eso. Ha sido precisamente la, foto, la combinación de fotovoltaica y nuclear que se demostró suicida. Esto no es un fallo técnico. Aquí ha habido un fallo político y estratégico. Y porque era perfectamente predecible que por ignorar estos hechos. Bueno, pues la red se estaba convirtiendo, las redes modernas, las que van a tener que albergar a las renovables, se están fragilizando.、Mm, claro, y a, a esto hay un añadido, que es que、eh, todo esto que está explicando John, q u el se basa... e fallo ahora mismo, todo apunta a que se basa a la, a la falta de tensión, a la falta de inercia, a la asincronicidad que provoca la, la energía renovable en la entrada en el sistema. Todo esto. Se lo estaba explicando Red Eléctrica Redella a sí mismo sí, en sus informes. Así es. O bueno, sea. Dejadme interrumpiros porque tenemos,、eh, tenemos varias entrevistas pendientes. Bueno, ya sabéis que estos、eh, programas son un tanto caóticos, así que iremos trufando pues, vuestras reflexiones con diferentes conexiones. Vamos a sumar una voz a esta conversación que es Alfonso Álvarez, que es CEO de Celinex en, en España. Ya sabéis que el de las telecomunicaciones fue uno de los servicios que sufrieron con, con intensidad el corte del suministro eléctrico. Lo sentimos todos. En el móvil se cayeron las llamadas, no, había gente que no éramos capaces de localizar también las aplicaciones de mensajería. Nos dimos cuenta de la dependencia enorme, por si lo dudáramos, de Internet y de la, y de la red móvil.、Eh, Alfonso Álvarez, consejero delegado del Celnex en España, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Celnex es, es responsable de buena parte de la red de comunicaciones de las torres.、Eh, ¿Cuánto tiempo puede.? ¿Funciona r una red de telecomunicaciones sin electricidad? Porque lo que nosotros vimos es que iba variando la cobertura que íbamos teniendo, la capacidad de acceder a la red. Bueno, digamos que los servicios de telecomunicación se van dimensionando en función de un cierto nivel de aseguramiento. ¿eh? Es decir, para lo que es la cobertura de televisión, radio, redes de emergencia que permiten la comunicación de los bomberos, policías, etc. é t e r a Se suelen dimensionar las redes de una manera que sean mucho más、eh, resilientes ante posibles、eh, problemas. La red de telefonía móvil, que suele tener muchísimas más estaciones,、eh, para poner unos números, para cubrir España con televisión hablamos de unos 3.000 centros, alrededor de 3.000 centros. Para una red de emergencias,、eh, una comunidad autónoma de tamaño medio, estamos hablando en torno de los 300 a 500. La red móvil de España, por cada operador, tiene unos 20.000. Eso significa que, Al hacer el diseño, no todos los emplazamientos tienen el mismo nivel de aseguramiento porque sería inmensamente caro. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, para dimensionarlo, lo que se hace es,、eh, a falta de energía, los emplazamientos suelen tener una cierta autonomía en batería.、Uh -huh. ¿Es esto lo que se dimensiona, a lo que me refería antes? Es decir, en función de la cobertura objetivo del emplazamiento, imaginemos un hospital, imaginemos un ministerio. Eh, un emplazamiento muy muy importante, la batería puede ser de una mayor autonomía, que aguante más de una hora, que aguante tres horas, que puede llegar hasta cinco incluso. Y en el caso de que hiciese falta una cobertura mucho más resiliente, podríamos ir a sistemas que van a muchas más baterías.、Sí. Además, pueden entrar en juego grupos electrógenos, generadores. Esto、sí. es más infrecuente en la telefonía móvil, porque evidentemente, por ejemplo, en las azoteas de edificios no es muy factible el contar con grupos, ¿no? Claro.、Eh, bueno, pero ustedes son responsables de la red de comunicaciones de algo muy sensible, n o como son l o servicios s de emergencia, bomberos, hospitales, etc.、Eh, ¿Aquí é t e r se cayó el sistema? ¿Hubo un momento de verdaderas dificultades para que los servicios de emergencia、eh, pudieran trabajar con, en fin, con unas ciertas garantías? La verdad es que no. Estamos muy orgullosos porque. Con nosotros hay clientes como、eh, la red de emergencias de Cataluña, de Navarra, de Valencia, de Madrid. Y la verdad es que estas redes, junto con la de televisión y radio, que son、sí. las que, como decía antes, están dimensionadas para una cobertura resiliente, incluso en l o s peores circunstancias de alimentación eléctrica, etc., é t e r a se han mantenido activas las 24 horas. Ayer veíamos. Eh, seguro que estáis muy orgullosos, como nos、sí. toca muy cerca, que la radio se convirtió en el fenómeno, en, la, en, el, en el canal de información del personal a medida que la telefonía móvil se iba perdiendo ¿no? Y, y no era posible acceder por datos a internet, a los、eh, podcasts o lo que sea. La radio de transistor de toda la vida, de pilas, se convirtió en el canal principal de información y esto se debió a que tanto televisión como radio. Se mantuvieron en servicio las 24 horas de problema.、Uh -huh. Estamos muy orgullosos de esto. La tele, evidentemente, pues el ciudadano medio lo tenía más complicado para acceder a ella porque sin corriente en casa la tele no funcionaba y hay menos teles a pilas que radios, s ¿no? Muchas menos.、Eh, pero tanto esto como las, como las redes de emergencia se han mantenido activas y hemos recibido durante el día de hoy muchísimas felicitaciones de nuestros clientes y sinceramente nos l l e n a de orgullo porque como operador de infraestructura de telecomunicación que solemos estar. Digamos, en un segundo plano, no siempre el, el usuario de telefonía móvil o un ciudadano al que atiende protección civil o incluso un oyente vuestro,、eh, ah. quizás es menos consciente de quién está detrás del servicio, ¿no? Que infraestructuras de torres, de equipos de electrónicos, de transmisión, está detrás. Uh -huh. Y es o n e s t á c e l e s Bueno, pues,、eh, pues ahí está, y estuvo la radio también. Alfonso á l v a r e le agradezco mucho que nos haya atendido hoy en, en la brújula y esperamos que la vuelta a la normalidad pues,、eh, sea lo más rápida posible.、Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, había interrumpido vuestras sin duda interesantes、eh, reflexiones y me quedaba por escuchar a Carlos Segovia sobre este asunto de rabiosa actualidad. Sí, Segovia. Bueno, decías tú que, que no hay que ocultar nada a los oyentes. Yo creo que no, no le importará a una persona que cuente lo que, lo que me h a preguntado y que, y que demuestra el, el impacto que ha causado en, en otros países lo que ha ocurrido. Eh, eh, me refiero a Mónica Holmeyer. No sé si os acordáis, que es、sí. la famosa presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que decía que dónde está el dinero de los fondos europeos y vino a una misión. Bueno, pues se encuentra en Valencia. Y bueno, nos hemos cruzado y lo primero que me ha preguntado dice: Oye, pero ¿cómo puede haber pasado esto en España? ¿Pero, pero ¿qué, qué ha pasado? Y es que, claro, le he tenido que decir: Oye, pues es que el presidente del gobierno, después de tres comparecencias, pues todavía no, no nos ha aclarado las causas. ¿sí? Entonces se ha, se ha quedado asombrada. ¿sí? Entonces、eh, es evidente que la Comisión Europea pues、eh, tendrá que hacer un informe. Es obligatorio que lo haga, por cierto, cuando se produce un apagón como este, que es el mayor en 20 años. Ha dicho el comisario europeo. Europeo de Energía, pero es que además hay un detalle que quizá ha pasado inadvertido y es que, es que lo ha pedido el primer ministro de Portugal. El, el primero que lo ha pedido, en una、sí. comisión independiente para saber qué ha pasado, es nuestro vecino. Entonces, sí, Pedro Sánchez, yo creo que tampoco o、no、n tenía más remedio que sumarse. Y, y pedir que, que, haya, que haya ese informe. Y lo que hemos vivido en el Congreso de Valencia, pues también ha sido, claro, ha quedado bastante claro esa incapacidad del Gobierno para, para dar explicaciones, porque Fijó, e delante del auditorio, delante de von der Leyen, delante de Friedrich Merz, que va a ser el nuevo canciller alemán, a, dirigiéndose a la presidenta de la Comisión Europea, le ha pedido ayuda. Dice, le ha dicho que, que, por favor, que con la Comisión Europea, que a ver si podemos conocer la verdad de lo ocurrido. Eso, eso, eso es muy impresionante, Carlos, porque Feijó o no se ha enterado de que la vicepresidenta de la Comisión Europea es Teresa Rivera. La defensora más fanática de la entrada de energías renovables en el m i d d e Generación. Si cree que la Comisión Europea va a lograr escapar al sesgo proverde que dejó el Green Deal allí, porque Ursula von der Leyen, en su corazoncito, aunque le hayan comido el pony, sigue siendo profundamente verde,、eh, está muy equivocado.、Eh. Ahí me parece que pues,、eh, el líder de la oposición ha demostrado poco realismo. Bueno, ahí te tengo que decir que hay que escuchar a Merce,、eh, que, que por cierto ha provocado una gran una ovación, ha puesto en pie el auditorio, porque, que, claro, para el Partido Popular Europeo, recuperar. El poder en el primer país de la Unión Europea, pues es un subidón político. Y Merz, que ha demostrado claramente que le va a marcar el camino a Von der Leyen, que también es de su partido, ha sido muy claro de que ha dicho textualmente: no acabemos con la Unión Europea con tanta tontería. Ha dicho textualmente, en referencia a tanta regulación. Y、eh, desde luego él piensa que hay que volver a la neutralidad tecnológica. O sea, una cosa es conseguir los objetivos medioambientales y otra hacerlo con, con lo que él considera pues, demasiados dogmas en cómo llegar a ellos. Entonces, tienes razón, John, en, en que hasta ahora、eh, esa ha sido la inspiración de la Comisión Europea, pero después de escuchar a m e r s esta tarde,、eh, me parece que vienen vientos de cambio.、Eh, más más、sí. allá de los que ya ha introducido poco a poco a Von der Leyen de la mano del informe. De Mario Draghi. En las, cuando, justo cuando ha entrado el entrevistado que estaba explicando por qué、eh, esto que, que de lo que nos estamos enterrando ahora, o sea, que la, que la falta de tensión de, las,、eh, de la energía renovable puede provocar grandes desconexiones en la red, era una ha sido una sorpresa para todos, excepto para Red Eléctrica, que lo incluía en sus propios informes. Eh, tiene una segunda parte, que es que lo incluía en sus propios informes, pero no en las declaraciones públicas de Beatriz Corredor, que lo negaba. Así es. Que lo negaba. La, la forma. Se, trataba, se trata de una, de una doble cara de enfrentarse a unos hechos. Uno, de blindarse ante los inversores y de protegerse ante las incidencias. Y otro, de mantener el discurso público de que no había ningún problema. Con la, con la entrada de las renovables. p o r q u e No, no, es de, es de un seguidismo a la doctrina de Teresa Rivera formidable. Formidable. Pero cualquiera que se coja los informes de Redella de los últimos años lo puede ver ahí, porque están ahí. Yo lo que no entiendo es por qué el Estado tiene que entrar en una compañía como Telefónica, que era perfectamente privada y que funcionaba muy bien según los inputs del mercado, y sin embargo tiene que tener una empresa mixta que es Redella. Y, y donde la, la consejera delegada o la presidenta puede utilizar como excusa que está atendiendo los intereses de los inversores, cuando precisamente a mí lo que no me interesa es que esa empresa esté al albur del mercado y menos del mercado bursátil. No, hay cuestiones realmente que no entiendo. Somos muy intervencionistas para meter empresas que pueden ser perfectamente privadas, la, meter la mano del gobierno en esas empresas y, en cambio, aquellas que deberíamos preservar de los, de los incentivos perversos que a veces el mercado puede generar. ¿Las tenemos ahí? Bueno, la verdad es que el cargo de, de presidente o presidenta de Red Eléctrica siempre ha sido un buen enchufe. Y muy bien pagado. Porque siempre ha sido un cargo muy bien pagado: 546.000 euros al año.、Eh, no está nada mal.、No. Y la prueba es que ha habido más que bofetadas por conseguir ese, ese cargo, ¿no? El tema de, de, de la propiedad, si es pública o es privada, bueno, pues ahí está. La SEPI tiene el 20%, Puente Gadea, es decir, Amancio Ortega, tiene el 5% del capital y BlackRock tiene el otro, bueno, otro 3%.、Todo、el resto es sencillamente está en s t á e bolsa. Pero más allá de quién es el dueño o quién tiene más o menos accionistas, está muy claro. Que los últimos presidentes siempre los ha nombrado el gobierno, los últimos y los primeros. La diferencia con los primeros es que los últimos siempre han sido un cargo político, que no tienen mucho que ver con la energía. Por ejemplo, Beatriz Corredor, registradora de la propiedad y exministra de la vivienda. El anterior fue Jordi Sevilla, que sí, que es licenciado en Económicas, es funcionario público de, de, de Economía. Eh, bueno, y fue ministro de administraciones públicas, pero tampoco era un experto en energía. El anterior ministro fue Luis Atienza, que bueno, lo más cercano a la energía era que era ministro de Agricultura y todo el mundo sabe que mira el cielo en la agricultura para ver si llueve o hace sol. Y entre medias estuvo José Folgado, que fue secretario de Estado de Economía y de Energía por el Partido Popular. Esos son los últimos cuatro ministros. Directivos máximos de red eléctrica. Bueno, me dejes、eh, poner unos consejos que enseguida saludamos a alguien más. La brújula NNH. Ya、habéis、eh, escuchado o leído las explicaciones de red eléctrica, difieren en algo、eh, de las que ofrece el gobierno. La teoría sería que hay dos centrales que no han identificado en el suroeste español、eh, que le dieron al interruptor y entonces ese apagón precipitó el gran apagón、eh, porque se produjo una fluctuación de la energía que el sistema no supo compensar.、Eh, hombre, la primera conclusión al respecto es que si todo depende de que.、Uh, Pues de que a l g u i e n le dé el interruptor, se f u g u e n esos gigavatios、eh, que no se pueden compensar porque la red no es lo suficientemente redundante, pues no estamos ante el mejor、eh, sistema eléctrico del mundo, tal y como cacareábamos. Claro que esto es muy español, ¿eh? Aquí no decimos, bueno, humildemente creemos que estamos a la par que nuestros colegas. No, no, aquí el mejor del mundo. Solo faltaría, ¿no, John? Bueno, yo creo que、eh, los ingenieros están aprendiendo, o sea. Hemos tenido un sistema muy solvente después de muchos años de. De apagones, etcétera, aprendimos a manejar un sistema basado en combustibles fósiles y estamos aprendiendo a manejar los, la, las energías renovables. Yo creo que, pese a las advertencias, a que se ha dicho hasta el cansancio, el tema de la inercia, el tema,、eh, el tema de la necesidad de mantener un mix equilibrado,、eh, bueno, pues hay gente que ha decidido tirar por la ideología y empezar a experimentar con el sistema. Estábamos viendo. Cómo se fragilizaba el mix de generación y no sabemos si la red está suficientemente inteligentemente diseñada para resolverlo.、Eh, en el, en la, en la, red, la red del sistema eléctrico es extraordinariamente compleja porque hay varias capas superpuestas. Una capa es la generación, otra capa es la capa de protección de la generación, otra capa es la capa algorítmica que gestiona el consumo y los destinos, y sobre esa capa hay otra capa de protección. Con lo cual, ¿por qué saben que no ha sido un ciberataque? Porque han detectado que la orden para que se apagaran esas plantas de, situadas en el suroeste de España no salió del sistema de red eléctrica, sino que vino de las, de las plantas. El asunto es que dentro de esta complejidad, bueno, pues todavía hay cosas que no sabemos manejar. Fíjate que la capa de seguridad de la fotovoltaica actúa ante una distorsión en.、Eh, tenía el dato aquí. 90, 60, 60 milisegundos.、Hmm. O sea, es. Claro, dicen que el primer corte se produjo y a los 2,5 segundos se produjo el segundo, que es el que. El primer corte, por lo visto, el sistema lo pudo gestionar. A los 2,5 segundos se produjo el segundo corte y no lo pudo gestionar.、Hmm. Entonces. Claro, estamos hablando de que aquí no hay experiencia, además, ni precedentes sobre un caso como este. Yo creo que, que, que aquí alguien ha metido la pata y que vamos a aprender de esto. Espero que sí. O sea, sí. Va, bueno, por el momento、pues、parece que poco hemos aprendido. Tampoco parece que haya. Hemos aprendido a levantar la、enmienda. red con la ayuda de Marruecos, a levantar la red con la ayuda de la nuclear francesa, con la hidráulica que estaba a tope gracias a las lluvias de marzo.、Y、lo que p a Marruecos es、eh, realmente sorprendente、sí. y lo hable. Porque ha dedicado el 38% de su producción Para enviarla aquí. Para enviarla aquí.、Exacto. Bueno, de ahí los agradecimientos repetidos de Pedro Sánchez, tanto a nuestros vecinos del sur como del norte, Marruecos como, como Francia. p e r o es v e r d a d que políticamente Francia le ha dado un pequeño revolcón, porque ha dicho aquí esto no puede ocurrir, porque como nosotros tenemos un mix más compensado basado en la energía nuclear,、eh, esto no, es, no va a ocurrir en, en Francia y así lo podemos asegurar. Bueno, en cualquier caso, también el, el, entrevistábamos a Ramón Roca, el director del periódico de la Energía, que decía: mira, el caso español. Si algo demuestra es que hay que ser humilde y、claro. que no se puede decir esto no nos puede ocurrir, porque luego ocurre y a uno le queda cara de tonto.、Eh, dejadme saludar a Juan Bravo, que es el vicesecretario económico del Partido Popular. Señor Bravo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, qué buen, buenas, buenas noches. Bueno, aquí estamos hablando de muchos asuntos y, entre otros,、eh, había una cierta divergencia entre mis colaboradores acerca de la eficacia que tendría el llamamiento que ha hecho Alberto Ñuñez Fijó en el Partido Popular Europeo, ante los representantes del, del Partido Popular Europeo, para que ayuden a, a, a la oposición española ¿no? eh, frente, a, frente a este gobierno.、Eh, nos decía Carlos Segovia, bueno, algunos toman notas y se nota un ambiente. ¿Qué, qué ambiente hay? Y, sobre todo, ¿cómo han visto este episodio? Sus socios europeos ocurrido en España? Bueno, yo creo que lo primero es la representación que tiene el Partido Popular Español en el PP Europeo, ¿no? que creo que es una representación amplia, de las más amplias. En segundo lugar, e incluso un porcentaje de las que más. En segundo lugar, yo creo que el presidente Fijó está consiguiendo, estando en la oposición, es decir, sin estar todavía al frente del Gobierno de España, Tener un peso específico en las decisiones que se están tomando dentro del PP Europeo. n o Y en tercer lugar, yo creo que esto evidencia lo que, lo que ha pasado, evidencia algo que el presidente Fejo venía defendiendo desde hace mucho tiempo. Y así está en el plan energético que se confeccionó por, por el presidente y que está colgado en la página web desde el año 2022, desde septiembre. En el que hacíamos algunos planteamientos que hoy creo que todo el mundo comparte. ¿no? La necesidad de un mix energético, teniendo en cuenta el, el tema de las nucleares, pero también otras fuentes de energía, de ciclos combinados que permitiesen el equilibrio, la necesidad de interconexiones, la necesidad de inversiones. Bueno, algunas de las medidas que creo que algunos apuntan que hoy serían parte de la solución o de las necesidades que tenemos. ¿no? Entonces, yo creo que el respaldo en el ámbito europeo al presidente y a lo que propone y a lo que pide. Es claro, y evidentemente la Unión Europea también en materia energética está marcando una posición común, aunque España es verdad que se sale. Se sale relativamente, se sale aquí internamente, pero cuando t e r e s a Rivera tuvo que estar a favor de la energía nuclear como una energía limpia, votó a favor, aunque en España defendía justo lo contrario. ¿no? Mm -hmm. Ustedes son partidarios,、eh, sobre todo a la luz de lo ocurrido, en fin, a la luz ya sabemos que las metáforas las carga el diablo,、eh, de no solo mantener la producción eh, nuclear eh, actualmente, que es bastante minoritaria en el mix energético español, sino aumentarla. Bueno, yo creo que nosotros、eh, en ese documento hablábamos del mantenimiento de la vida útil de, la, de las centrales nucleares. Tampoco debemos hacer como hace el Gobierno, que parece que solamente es una cosa buena frente a, frente a otra. Parece que si hablas de renovables no puedes hablar de nucleares. Nosotros no estamos en eso. Hay que seguir avanzando en el ámbito de las renovables, pero no hay que olvidar otra serie de, de fuentes de energía que es e l mix. Nos permiten tener el equilibrio. Y en este caso son las nucleares. Nosotros ahora mismo, con el mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares, es un elemento suficiente para el sistema, según dicen los expertos. Sin olvidar datos como que hay 450 proyectos en el mundo que se están desarrollando en estos momentos, que el 65% de la población mundial, 5.000 millones, de, millones de, de ciudadanos, están amparados, supeditados. A la energía nuclear, o incluso cuando ustedes hablaban ahora mismo de que hemos salido de esta situación gracias al apoyo de Francia y Marruecos, resulta que son dos países que tienen un apoyo muy importante en la energía nuclear, con lo cual, hoy lo que defendemos desde el Partido Popular parece que tiene cierto sentido, sin buscar la ideología como elemento fundamental, sino la gestión y el día a día. De los ciudadanos. ¿no? Pero entonces,、eh, no、parece, que, parece que lo más sensato sería incluso aumentarla, ¿no? No, no, en fin, no, no hacerlo depender todo de la energía nuclear, pero no he, habría ningún inconveniente n o、eh, para eh, romper ese tabú ideológico, que así parece que es. Bueno, por lo menos no reducirla, es que este gobierno, su objetivo es justo el contrario. Hemos visto que les busca las fórmulas para intentar hacer la vida más complicada a las entidades nucleares y que además ha marcado un camino muy claro. Fíjese en nuestro plan de aranceles. Uno de los puntos que nos pedían los sectores, los sectores, las industrias, era el mantenimiento de la vida útil para tener esto, seguridad en el suministro y precios estables. Nos los pedían los sectores. Lo pusimos encima de la mesa y el Gobierno la semana pasada aprobó. No había tenido tiempo de sentarse con nosotros para hablar del plan del Partido Popular, pero sí que encontró tiempo para en el Consejo de Ministros aprobar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Bueno, yo creo que va en sentido contrario de las necesidades y por eso nos pasan cosas que nos pasan. ¿no?、Uh -huh. Por desgracia, la mala gestión o la no gestión nos lleva a estas enormes dificultades. ¿no? Entonces, evidentemente, como mínimo, mantener la vida útil de las centrales nucleares. Incluso saben que hay un, un, una fórmula ahora de centrales nucleares, las pequeñas centrales nucleares, de reactores, los SMR que llaman, que también están dando alternativas, puesto que exigen m u c h o menos inversión, mucho menos tiempo para su planteamiento. Pero ya sería otro debate.、Uh -huh. Pero por lo menos hoy. Vayamos a los datos. Y los datos dicen que el mix energético no puede prescindir. Red Eléctrica Española, los técnicos dicen que no se puede prescindir de la energía nuclear. Cuando usted oye declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica Española en televisión, decía que esto nunca podría pasar en España porque teníamos un mix correcto de, de varias fuentes de energía. Bueno, pues yo creo que cuando no hace las cosas bien, nos pasan estos problemas conjuntos españoles. Y es algo que hemos visto y había pasado algo parecido en Italia en el año 2003. Pero en países desarrollados, salvo ese caso concreto de Italia, ustedes no encontrarán que se haya quedado un país, entero, bueno, un país entero y parte de otros dos. Por culpa nuestra,、eh, en estas condiciones. Ustedes acusan al, al gobierno de, de falta de comunicación con los ciudadanos, en primer lugar, pero también con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular.、Eh, ha, ha hablado finalmente Pedro Sánchez con Alberto Núñez Fijó. No sé si le ha trasladado o, o ha por, podido intuir、eh, Alberto Núñez Fijó de esa conversación quiénes son los operadores privados a los que se refiere y señala constantemente Sánchez. Bueno, yo, yo creo que. No es que nosotros planteemos, es que si esto no es un ataque y esto no es una, una avería, es una incompetencia n o por parte del gobierno, mala planificación y mala gestión. Y demuestras una mala gestión o, o mala o incompetencia incluso en no trasladar lo que está pasando al líder del principal partido. n o Es falta más de la capacidad de hacer las cosas. n o Y a partir de aquí, lo que sí que hemos visto en Sánchez, y no hace falta que se lo haya dicho e l presidente Fijó, creo que lo ven todos los españoles, Es que ha vuelto a coger la táctica que cogió en otros momentos, y es buscar ante un problema un culpable en vez de la solución. Y entonces hemos visto que empieza a apuntar ya que las empresas privadas, que, que Rebella es una empresa privada, cuando todo el mundo sabe que es una participación muy importante del Estado, que la presidenta la elige él, que la gran mayoría de los, consejos de los miembros del Consejo de Administración son elegidos por el Gobierno, por el Partido Socialista. Hombre, es una situación bastante especial para decir que es una empresa privada. Pero ya va orientando, parece, por dónde quiere salir. Y es un intentar hacer culpables a las empresas. Yo creo que debería h a c e r algo de autocrítica y empezar a analizar por qué en España dicen que no a la energía nuclear y dicen que sí en Europa o en la COP, por qué estamos viendo que la falta de inversiones provoca este tipo de circunstancias o por qué ponen la ideología por encima de la tecnología, provocando unos problemas al conjunto de los españoles. Y creo que, lo, que todo el mundo merece esa información. Y creo que ayer, sinceramente, los españoles tuvieron un apagón eléctrico. Y también un apagón informativo, y nadie les contaba lo que estaba pasando. Vimos que el presidente salió muy tarde, nos remitió a Red Eléctrica Española, que hizo cuatro anuncios en redes sociales. Bueno, yo creo que tampoco nos merecemos el conjunto de españoles esa actitud por parte de un presidente del gobierno. Juan Bravo, vicesecretario económico del Partido Popular. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la brújula. Gracias.、Muchis、muchísimas gracias. <risa> Dejarnos que hablemos un, un minutito ¿eh? de, de nosotros mismos, de este grupo, Tresmedia, en el que se incardina esta emisora, Onda Cero. Pues bien, hoy se ha celebrado la Junta de Accionistas de este grupo de comunicación, el líder sin duda de los medios audiovisuales de España, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿verdad? Sí, así es. Lo primero hay que decir que José c r e g u e r a s el presidente de Tresmedia, ha mostrado su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por el apagón. Y en cuanto a la situación del mundo de la información,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 Blindado frente a injerencias externas, que nos permite responder únicamente ante nuestros espectadores, oyentes, usuarios y abonados. Y por cierto, José, José Cregueras, el presidente del grupo, ha recordado el trabajo de Onda Cero en la Dana de Valencia y ha celebrado, celebrado el décimo aniversario de Más de Uno. Enhorabuena, Carlos, por tu trabajo y también por ese décimo aniversario de Más de Uno que has celebrado hace poco. Y gracias de corazón. A todos los profesionales de esta casa por demostrar una vez más que comunicar es también estar. Y ha destacado que A3 Media se mantiene como una de las compañías referentes del mundo. Bueno, pues muchas gracias. Ignacio Rodríguez Burgos, a ti te espero aquí mañana. Y al resto, John Muller,、eh, Paco Pascual, Carlos Segovia, gracias por estar aquí un día más. Y a más ver, pero os voy a dar un consejo buenísimo mientras os vais. eh Tomad nota.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 La brújula. ¿No vas a ver el partido? La brújula, la torre. A las diez y un minuto, a las nueve y un minuto en Canarias. Pedro Sánchez ya tiene un culpable. Se llama Operadores Privados. No tiene una explicación de lo que ha ocurrido, pero sí tiene un culpable al que adjudicarle la responsabilidad. Por supuesto, no es su gobierno. De hecho, ni siquiera descarta un ciberataque, que es algo que ya d e s d e ñ a n esa hipótesis todo el resto de los actores implicados en esta catástrofe que ha sido el gran apagón, lo que han dado en llamar de forma un tanto cinematográfica, el, el gran apagón. Pero él insiste en que eso hay que investigarlo. Hombre, si no han encontrado trazas de un ciberataque, a las llevamos ya 33 horas desde que ocurrió el apagón, desde. Que se fue a negro toda España desde que cayó todo el suministro eléctrico, desde que se produjo la energía cero. Hombre, pues yo creo que ya se podría descartar lo del ciberataque, a menos que el gobierno esté demasiado interesado en demorar una explicación. ¿Por qué si gana tiempo a la hora de escribir el relato, que es lo que importa? Porque aquí de lo que hay indicios es de que se está escribiendo la historia antes siquiera de saber qué es exactamente lo ocurrido. ¿Para qué? Para ganar una posición política, que es en lo que esto consiste. Eh, Pedro Sánchez, de una manera nada azarosa, se refirió ayer ya en la segunda comparecencia tras el Consejo de Seguridad Nacional a Red Eléctrica Española como un operador privado. Lo hizo muy intencionadamente para tomar distancia de una empresa que está muy participada por las EPI, en un sector que está reguladísimo y cuya presidenta es una exministra socialista, por tanto, de extracción política y nombrada por el propio gobierno. ¿Y por qué? Porque、probablemente o q u e p r sabe que hay una responsabilidad de pura gestión. Desde luego, si el sistema depende de que dos centrales se hayan desconectado en el suroeste, como señala la red eléctrica, es que no es el mejor del mundo. Como decía Beatriz、eh, Corredor recientemente en Espejo Público, e Antena 3, decía, es el mejor, uno de los más seguros, uno de los, mejor, de los mejor evolucionados. Desde luego, nada para un español cuando se pone a hacer propaganda, no desde luego a un español o una española、eh, socialista, porque, hombre, Podía haber dicho humildemente, creo que estamos a la par, que nuestros socios, nadie está exento de que le ocurra una desgracia, pero no, el mejor. Hoy ya sabemos que, desde luego, el mejor no era. Al menos eso ya podemos descartarlo. Y ahora vamos con el resto de las hipótesis de lo que ha podido ocurrir. Lo que están enseñando los expertos es que probablemente el mix energético no pudo ocurrir. Compensar una fluctuación debido a que hay un porcentaje muy elevado de、eh, energías renovables,、eh, es más,、eh, sobre todo de solar fotovoltaica, porque esto es lo que llaman no son energías síncronas, es decir, que no、eh, permiten compensar de una manera más rápida las fluctuaciones que se producen en el, en, en el suministro. Esto es lo que dicen los expertos, Pedro Sánchez. Prefiere señalar a los operadores privados, llevar a las empresas energéticas a la Moncloa y allí pedirles colaboración en la investigación. Esto es, a ver si encontramos, entre todos, a l c h i v o expiatorio que nos permita eludir cualquier tipo de responsabilidad. Nadie, ningún político, repite una fórmula tantas veces si no pretende.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 De、eh, responsabilidades a los operadores、eh, privados en caso de que haya sido así? Bueno, pues ya lo escuchan.、Eh, Beatriz Corredor señaló que este era el mejor、eh, sistema eléctrico. Era un discurso que ella mantenía el público a pesar de que había informes privados de red eléctrica que señalaban las vulnerabilidades del sistema. Es decir, que había un enorme cinismo en esa, en esa comunicación. Esto lo leo en el diario El País. No en el periódico de la patronal de las carboneras, en el, en el diario de la Hulla, no, en el diario El País. La matriz de red eléctrica alertó hace dos meses del riesgo, de, del riesgo de desconexiones severas por el aumento de las renovables. Redella apuntó al cierre de centrales convencionales de carbón nuclear o gas como otro factor de incertidumbre para el sistema eléctrico. ¿Eso significa que es malo producir mucha energía solar? No, pero hay que saber gestionarla. Y lo que sí y de verdad significa es que no se puede anteponer la, la、eh, ideología ni la superstición ni el relato a la seguridad o a la eficiencia. Y eso vale para cuando, después de un apagón descomunal en el que nada ha tenido que ver, sino más bien todo lo contrario, la energía nuclear, el presidente del gobierno sa、eh, sale y señala directamente a la energía nuclear. Cuando un país como Francia. El ministro de Energía lo que está diciendo es que precisamente por tener un mix energético dependiente en de la nuclear, a ellos no les puede pasar. O las autoridades alemanas como señalan que al tener un sistema más redundante, eso no les puede pasar. Y esto es importante porque ahora ya se impone todo el cumbaya. ¿no? Esto ya lo vivimos en、eh, la pandemia. Sacamos el manual y nos ponemos a hacer、eh, lo, lo de siempre. Pero aquí ha habido, ha habido al menos cuatro muertos. Y, y ha habido tantas otras desgracias. Y ha habido、eh, una enorme angustia en, en toda la población española o en buena parte. Ahora lo que se impone es sacar el manual de la pandemia, usurpar la conciencia civil, lanzar en riego por aspersión todo tipo de soflamas patrioteras, absurdas, consignas del tipo somos los mejores o saldremos mejores o estaremos mejor que nunca. Porque qué alegría que hemos tenido un apagón de 24 horas que nos ha permitido saber el buen pueblo que somos. No, mire, la templanza, la educación, la cortesía que demostró el pueblo español, efectivamente ya lo demostró ayer. Y por cierto, no es quien tiene que estar a la altura de su gobierno, sino al revés. Porque aquí lo que parece es que se dice: ah, qué bien, un apagón nos ha permitido saber que el pueblo está a la altura de su gobierno. Pues no, es exactamente al revés. Es el gobierno el que tiene que estar justificando hoy que está a la altura de su pueblo. Porque es verdad que en las grandes ciudades. Si no se produjo un caos muchísimo mayor, es por esa percepción ¿no? que se produce de que algo gordo está ocurriendo y que la gente tiene que comportarse. Y eso es verdad que funcionó. Esa conciencia mínima que permitió pues, que en los cruces nos estamparan todos los coches cuando no había semáforos. Pero no crean que es porque un enorme despliegue de la policía lo permitió, porque en esos momentos la policía sencillamente no da abasto. Es que, como ahora estamos en el manual, que consiste en el vituperio de, de lo privado, del capitalismo incluso, como si en Juego de Venezuela no hubiera pagones, y en el elogio desmedido de lo público, como forma de confort personal, pues es en lo que nos encontramos. Bueno, vamos a, a dar paso ya a la tertulia de la brújula, a saludarla al menos, que todavía tenemos mucho de lo que hablar. r k e é tigarat? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Rafaela Torre? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tony Bolaño. Buenas noches. Muy buenas noches. Y、sí, estoy aquí de, de casualidad. ¿Por qué? Porque hoy los aviones iban divertidos. ¿Sí? Había muchas plazas vacías, porque mucha gente se había quedado en las empresas en Barcelona para reactivarlas, etcétera, etcétera. Pero otra tanta gente abandonaba el AVE a la carrera y se iba al aeropuerto. Con lo cual, hay que reconocer que hoy los trabajadores de tierra de Iberia se han ganado el salario porque cuadrar ese Sudoku. Era complicado y por suerte、eh, me han tratado bien, me han metido en un avión, no en la bodega ni en el, en el ara,、eh, o sea que no me puedo e n la bodega no.、Claro. Con las m a l i t a s ni que fueras un transportín, Bueno como el,、eh, como, el, como el gato. Hoy casi casi lo hubiera hecho con tal de subirme al avión, porque. Hace un frío la bodega. Tremendo. Ahora, no os q u e j é i s de Madrid, que en Barcelona el caos también fue importante. No, no, desde luego.、No, pues, d En s d e luego, e Barcelona, fíjate, además,、eh, tuvo una incidencia muy fuerte el agua. Finalmente consiguieron restablecerlo, pero las bombas de agua claro, no. Al, al,、eh, al, no te, al no tener electricidad, o sea, los pisos no, altos. pasa de todo.、Eh, pero si aquí. No, mira, no se podía recabar.、No、la, la gran paradoja de un apagón eléctrico es que son precisamente las poblaciones más pequeñas e incluso las más aisladas las que están mejor preparadas. Claro. Porque son las que tienen una. Ciencia del riesgo más,、eh, más acusada y las que tienen, pues, pues todo lo necesario. Y que te vas al supermercado, que es tu huerta,、eh, es. e que la tienes al lado y no, no es lo mismo. ¿Y por q u e no hace falta decirle que hay que tener velas? Pero、no、tiene ayer, que venir w o n d e r l a n a hablar de hornillos. Pero ayer hubo una cosa muy curiosa, no sé si en Madrid pasó. El centro de Barcelona estaba vacío, sí. razonable, sí, aquí、no. y las rondas eran. Un caos. Ah, no, aquí no, aquí no. Te garantizo aquí todo, ¿no? que aquí no. Aquí no, aquí nada había, vacío. <risa> aquí no había nada, nada vacío. vacío. Y menos vacío que nada los bares, por cierto. e v e r a ver si se nos va a calentar la cerveza. Cristian Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Qué yo, tal? l t ú lo has v i v i d o aquí, no? Yo sí, yo lo he pasado aquí.、Sí. Yo he sacado una lección en claro de este apagón y es que、eh, en el próximo apagón no vuelvo a bajar un parking. Un、no. parking oscuras, porque da mucho miedo. Eso parecía la nave nostromo de Alien, y con la linternita del, del, del, del móvil, eso da un miedo. O sea, prefiero volver a casa caminando. Eso es lo, eso es lo que tengo más claro、sí. del apagón de ayer. Y tú además no eres la teniente Ripley, eso. ¿eh, sí, yo no soy la teniente Ripley. <risa> bueno, ya solo nos quedan los Aliens, s ¿eh? Yo estoy sí, esperando es a esa. José... Y, y, y, y José Pi también. Y José me o j había visto de todos los colores ya. José, m no hace ver qué tal buena red. Qué tal buena n o c red. Y salí. <risa> y dije, me fui a aparcar、no. en la calle.、Yo、salí, pero corriendo. Habéis montado contra el de, de, de hablar de la final. De los árbitros.、Ah, lo voy a decir. De、no. <risa> l final de la c o p a Parece que fue el siglo. Por favor. <risa> o sea, sí, hoy, hoy vi. El, tengo el, dos, tengo ¿no? en la mesilla el libro de Cercas, ¿no? Sobre el cónclave. Y, y de repente me pareció como antiguo. Dije, ¿qué cosa más antigua este libro. d el cónclave. p o r q e si eso ya pasó hace.、Ah, pero Que todavía no se, hace no el bravo, el escucho, no se ha celebrado ¿Ah? el cónclave. s ha hecho todavía. Pero si ya、rafa. habíamos hablado de aquí, de, de todos. Bueno,、eh, José Miguel Aspiros, ¿qué tal? Buenas、está? noches. ¿Cómo estás? <ríe> Buenas noches. Bueno, a ti no te va a asustar la nave nostromo, o v a <risa> Cuéntanos, danos temas para hablar de la tertulia, por si faltaran. Bueno, añado algunos sonidos que ilustran el día después en el que sabemos lo que ocurrió, pero no por qué ocurrió. ¿Qué pasó, en esos cinco segundos? ¿Qué pasó en esos cinco segundos que precipitaron la caída del sistema? Es la pregunta que sigue sin respuesta, aunque Pedro Sánchez ha señalado a posibles responsables, los operadores privados con los que se ha reunido esta tarde en Moncloa.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 Eh, como elemento principal e inicial. Después、eh, desconectó mucha más generación hasta el punto final de que desconectó, evidentemente, toda. ¿no? Es la explicación que ha dado Red Eléctrica. En la brújula hemos preguntado a los expertos, a Mariano Ventosa, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Comillas. Si lo comparásemos esto con un accidente aéreo, pues luego hay una investigación en la que se miran todos los datos y al final se acaba concluyendo y exacta, sabiendo exactamente qué es lo que pasó con un grado de detalle、eh, muy, muy grande. Ya,、eh.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 Se terminará sabiendo. La Comisión Europea ha dado al Gobierno tres meses para presentar un informe al tiempo que anuncia su propia investigación a petición de Portugal. El primer ministro Montenegro quiere respuestas. No vamos a ahorrar esfuerzos. No vamos a ahorrar en esfuerzos、eh, para esclarecer a los portugueses este problema tan serio que no tuvo origen en Portugal. Tuvo origen en Portugal.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 El caso es que hoy se ha recuperado ya prácticamente la normalidad, salvo problemas en el transporte, sobre todo el ferroviario. Y el Ministerio del Interior ha desactivado la declaración de emergencia en seis de las ocho comunidades que lo habían solicitado. La fortaleza del sistema, que en poco tiempo, en menos de 24 horas, yo creo que estamos ya en un nivel, si no de normalización absoluta, en un nivel suficientemente aceptable para el conjunto de la sociedad. No han pedido desactivar. Extremadura y Madrid. Isabel Díaz Ayuso dice que mientras no se sepan las causas del apagón, debe seguir la emergencia. Seguimos con el refuerzo de nuestros servicios públicos, especialmente el transporte. Y sobre el volver a, a, a sobre solicitar b r e s o la anulación del nivel 3 de emergencia al Gobierno, nosotros pensamos que todavía,、eh, si no sabemos las causas,、eh, no podemos hacerlo. En un momento hablamos en la brújula con el presidente de la región de Murcia, López Miras, que sí ha pedido la desactivación de esa emergencia nivel 3. El próximo miércoles comparece Pedro Sánchez en el Congreso, aunque para hablar del plan de rearme y sin haber descartado de momento la hipótesis del ciberataque que ya no contempla red eléctrica. Es 7 de mayo, el mismo día, Rafa, que empieza el c o n c l a v e que decías en el Vaticano para elegir al próximo Papa. Hoy se ha sabido que no participará. El cardenal Ángelo Bechu, ultraconservador, que renuncia a depositar su voto tras conocerse las cartas del fallecido Francisco en las que pedía su exclusión de esa cita con el Espíritu Santo. No sé, Porque está metido un buen día, claro, a causa de los temas financieros. Está acusado de malversación, ¿no? Condenado. p r o Condenado e s c o ya, yo creo que no. Yo creo estuvo condenado,、proceso. ha recurrido y está,、bueno. digamos, está volviendo a ver la causa, pero en fue cualquier caso, el caso, como echen la llave, que eso significa c o n c l a v e echar la llave y se queden dentro. Con、cardenales. llave. Con quiave. Con quiave. <risa>、eh, el, el bueno del cardenal b e c h i o se quedará fuera.、Eh, podrá golpear la puerta diciendo: Yo quiero opinar, pero no, no, no puedo opinar, porque así lo ha establecido、eh, Jorge Bergoglio. Un, un, que... un día interesantito, el del miércoles que viene, c ¿eh? o comparecencia del presidente del gobierno por la mañana para el tema del apagón y del gasto en defensa, y a las cuatro y media de la tarde, el con quiave. No,、nah, pero a las r o Tranquila, que por la tarde no pasará nada. No, nada. Todavía no. Todavía bueno, no. hasta qué pasa. Oye, Esto ya, nos han pero, demostrado hombre, los últimos acontecimientos: día, que no pasa nada. Hablando, pasa? hablando de días、Day、interesantes y, medio, seguro, y del、no. lugar donde seguirlos.、Eh, bueno, ya nos hemos felicitado demasiado. Los que trabajamos en la radio no les vamos a insistir demasiado como yo, porque todo cansa, todo cansa. Pero sí les doy un dato:、eh, durante e la p a g ó n digital, la radio duplicó. Su uso y se convirtió en el medio más utilizado y mejor valorado, como es natural. Este es un estudio realizado por Apinio para t r e s m e d i a que reveló un incremento muy notable en el uso de la radio respecto a un día normal, lo que la consolida como una fuente de información muy útil y muy fiable en momentos de, de crisis. Si solo duplicó la radio su uso, es porque ya es muy utilizada, ¿eh? créanme, porque es verdad que cada día es la fuente de información, de opinión, de análisis、pues、para millones de personas, ese es su hábito. Lo que pasa es que ayer fue. El último recurso para todos aquellos que ni siquiera、eh, en su vida diaria pues, acuden a la radio, cosa que es una insensatez, como t o d o sabes. s m o Porque、hecho. no se podía hacer otra cosa. O era la radio o era la radio. Internet no iba, la televisión no iba, no tenías luz. Bueno, la gente bajaba al coche. Yo veía gente sentada en su coche escuchando、sí. la radio con el coche aparcado. O sea, no con. No y e n d o a moverse. Bueno, sí, pero es verdad que, fíjate, yo, aunque, aunque trabajo en un medio escrito,、eh, igual que los、eh, dos compañeros que tengo enfrente de mí, la radio en estas cosas,、eh, y, y yo que he trabajado muchos años en, en radio, casi dos décadas, tiene una magia especial precisamente para, no solo para darle aliento y darle compañía a la gente que está en esos momentos desesperada, sin brújula. Sin brújula, porque es como estábamos y nunca mejor dicho en el, en el lugar en el que estamos. <risa> hubo, hubo. Y además, y además muy buena.、Ah, que no、bien. voy a entrar en el capítulo de las, de no, los, no, no, de no, las no, enhorabuenas. Yo, yo, yo he de decir que en algún momento t e n d r í a que reclamar un plus a esta casa, porque yo cogí por la mañana las. Bueno, poco después de las doce y media que se produjo el apagón,、Está、cogí mi radio de la de sueldo, ducha, Cristian. cogí Cristian. mi radio、Cristian. de la ducha que tiene、Cristian. pilas, me lancé a la calle iba andando por la calle <risa> mientras, ¿cómo, mientras, ¿cómo? Mira, con la radio a toda pastilla, como si fuera un joven con el huevo este que le llamaban antiguamente, con la música. Bueno, y la gente me pedía por、Pero、favor en... que subiera un poquito el volumen de onda cero <risa> para ibas, informarse. e n t o n c e s Cuando apagaste la radio, seguías escuchando no, no, no, a Ignacio、no. Rodríguez Burgos, que <risa> se convirtió. <risa> La voz de tu conciencia. ¿Me ¿no? vas a reír? Pues estuve desde esa hora hasta por la noche, pues pasadas las. Bueno, cuando terminó la brújula y se me olvidó apagarla y bajé el volumen. Y esta mañana, cuando la he ido a encender, me he dado cuenta que la radio ha seguido sonando durante、bueno. toda la noche en un buen símil de lo que fue eso, la jornada eso, de ayer. Se convierte en ruido blanco que nos adormece. <risa> Esto, los padres saben lo que es el ruido blanco. ¿eh? A otros, pues nos dicen, ¿pero qué dice usted el ruido blanco?、Ah. Eh, Bert, eh, los periódicos, también se han publicado los periódicos. Pues、claro que sí, son una fuente de, de información riquísima. A ver, cuéntanos lo que hoy dicen. Pues esto es un hervidero de cosas, ¿eh? no dejan de, de, publicar, de publicar historias, análisis e interpretaciones. La razón habría hasta ahora con la respuesta que ha dado Iberdrola, esa comparecencia de Sánchez. Las centrales funcionaron, funcionaron según las indicaciones de red eléctrica. El mundo red eléctrica reconoció hace dos meses ante los inversores el riesgo de desconexiones en el sistema por la elevada penetración de renovables. El país se centra en Sánchez. aprieta... Ese es el verbo. A las eléctricas tras el apagón y promete cambios. Esto no puede volver a pasar jamás. Aunque no ha criticado expresamente a nadie, parece evidente el malestar del gobierno con Red Eléctrica. La empresa participada en un 20% por el Estado y dirigida por Corredor, que fue colocada ahí por el propio ejecutivo de Sánchez por el retraso en ofrecer explicaciones claras y por q u e no deja que el gobierno acceda a sus datos para entender qué ha pasado. La vanguardia, Sánchez, pide a las eléctricas que colaboren en la investigación del apagón. Si el gobierno pretendía ser puntilloso con toda la información sobre el gran apagón que España sufrió este lunes, las evidentes discrepancias sobre las causas de esta crisis de la electricidad con Redella, el operador del sector, pueden conseguir el efecto contrario, sostiene Marisol Hernández en el Confidencial. Al hilo de lo del país, dicen m o n r o s i y Elena e n e l diario.es, Punto que el Ejecutivo manifiesta en privado un profundo malestar con Red Eléctrica. Fuentes socialistas consultadas por este diario, este diario Voz Populi, admiten que la La tesis del ciberataque es la única que le permite a Sánchez salvar los muebles, cuenta Javier Portillo. El Independiente, la Audiencia Nacional investigará si hubo un ciberataque, aunque Red Eléctrica lo, lo descarta. Volvemos al país porque hace hueco a otro enfoque. Vox sigue al vice por la pendiente de la conspiranoia. El gran apagón desata una espiral de teorías en el sumundo b digital, alentadas también por formaciones ultras. Pero lo curioso es que la ilustración de la noticia son memes, o sea, son chistes, no, son, no tienen contenido informativo, digamos, ni, ni defienden una tesis, eso lo buscaron una gracia. El español, la escasez de interconexiones eléctricas con la Unión Europea, principal eslabón débil de la red española, Francia se resiste a ampliar. Esto es la noticia del avance del español de mañana. Por cierto, una nota, ¿eh? una nota para cuentistas. Hay que distinguir los relatores, que son los escritores de, del relato, ¿no? Estos que tienen e Moncloa y luego los cuentistas que son los que lo reproducen de una manera un tanto, pues,、eh, no sé, grimosa, ¿no? porque no dejan de ser gregarios.、Eh, Red Eléctrica, efectivamente, es una empresa que fue en、eh, buena parte privatizada. Es decir, Red Eléctrica、eh, tiene un accionista mayoritario que es la SEPI, el 20%, y el resto son accionistas privados. Pero esos accionistas privados no pueden tener más de un 5%. Y esa es la explicación de por qué la SEPI manda. En red eléctrica. Y esa es la explicación de por qué no hay un, una experta、eh, en, en deslumbrante, nunca mejor dicho,、eh, por su conocimiento del mundo energético en red eléctrica en la presidencia, sino alguien de la estricta confianza del gobierno y del partido mayoritario en el gobierno, como es una exministra socialista que es Beatriz Corredor. Porque la nombra, claro, es de extracción política. Claro. Digo, porque ahora, no, es que en, si nos ponemos, es que son un 80%, sí, ya, claro, un 80%, pero de, pero de ese 80% nadie puede tener más de un 5% y la s e p b i tiene un 20%. Entonces, esta es la explicación、mmm, a todos aquellos que dicen, tiene razón Sánchez cuando dice que es un operador privado. Resulta que ayer, cuando era el orgullo, la red eléctrica española, porque aquí no nos paramos en barras、si、y decimos que es el mejor sistema del mundo, nadie decía que era un operador privado. Hoy sí, no vaya a ser. No vaya a ser. Y por cierto, en las fotografías, menudo crop le hacen a las fotografías, menudos、bueno, cortes, porque a Beatriz Corredor la están borrando de la historia como si fuera el bueno de Trotsky. Bueno,、sí. yo creo que en breve será la expresidenta de Red Eléctrica. Sí. ¿eh? Sea, y te has dejado un tema que yo creo que no es menor, que antes lo decía, como no, Ignacio Rodríguez Burgos:、uh -huh. monopolio. Es un régimen de monopolio. Red eléctrica es la, la mayorista de transporte de energía en este país. Y con lo cual es la que tiene que garantizar que el mix energético funcione. Antes,、eh, Keti hablaba de, de su etapa anterior profesional. Yo fui durante muchos años jefe de prensa. De la empresa nacional hidroeléctrica del Ribagorzal. Y hay cosas que no me cuadran. ¿Pero cuántas cosas has sido? Yo he sido de todo. Bueno, lo importante. Hasta es... botones en un banco. ¿Qué es lo que no te cuadra? A ver,、eh, fijaros lo, lo que decían. El presidente h o ha cargado contra las nucleares. ¿eh? Y b e r d r o l a sale en, en defensa de las nucleares. Pero yo le preguntaría al señor Sánchez Galán. ¿Por qué estaban paradas todas las nucleares? Fíjate que el experto que has entrevistado.、Eh, decía. Que、eh, ni los ciclos combinados, ni el agua, ni las centrales estaban activas. ¿Por qué? Hombre, hay que también explicarlo todo. Porque el, el, el kilovatio hora, a según qué horas y en según qué momentos, a lo mejor no es rentable a las empresas poner en marcha una hidroeléctrica, o poner un ciclo combinado, o poner en marcha una nuclear, con lo cual se ponen de perfil. Eso no quita que el regulador tenga que estar vigilante a esta situación. Porque es verdad que las, las energías, la eólica, fotovoltaica, son d i g a más o s m débiles eh, o más inestables、eh, en un momento determinado, pero tú tienes que tener d i g al m o s a jugador digamos, calentando la banda para en un momento determinado de bajón que, que funcione.、Mm. Luego. Hay que hacer una puntualización que yo también flipo con nuestros compañeros、eh, marcando el informe este de red eléctrica, que es verdad que lo dice, pero hombre, hay 127 fallos que reflejan, porque son informes que son habituales donde tienes que explicar a los inversores los riesgos del sistema. Ese es uno, hay 127, o sea que cuidado. Pero déjame que haga un poco énfasis en una cosa que pasó ayer, Rafa, que a mí me jorobó. Porque no se puede hacer las cosas tan mal. Una cosa es que salga el presidente y otra cosa es que salga el gobierno.、Eh, acordaros, el doctor Simón, con las cosas buenas y malas que hizo, daba la cara todos los días. Ayer no encontraron a un director general, un secretario de Estado, que diera explicaciones como gobierno. Ya saldría el presidente cuando tocara. Y no me estoy inventando. Eh, nada, ni estoy en una、mm, posición conspiranoica ni nada de eso. o sea, Simplemente e a s voy a referirme a lo que pasó en Cataluña. El presidente de la Generalitat salió a las ocho y media. Y, ostras, qué tarde. Pero es que antes habían estado saliendo dos consejeros: la consejera de Interior, Nuria Parlón, y la consejera Paneque, la de Territorio, dando explicaciones en lo suyo, mal bien regular, pero explicando lo que estaba sucediendo. Aquí durante cinco horas y media. Eh, dimos pábulo a, los,、eh, a, a, la, a, la, a las mentiras, a los f a c e news que se lanzaron durante toda la tarde y sobre todo a la incertidumbre. A ver, ¿tanto costaba encontrar un portavoz? Es que es, no es una pregunta baladí, porque es que, claro, ya clama al cielo que en este gobierno todo el mundo hace aquello de reino de taifa yo me cuido de lo mío. El ministro del Interior. Aunque no estuviera al mando de la, del nivel 3 en aquel momento, hombre, pues algo a lo mejor tendría que decir. El ministro de Transportes también, y si, o la portavoz del gobierno. Y si no son los ministros, que yo entiendo que están en ese momento en otros lados, bueno, pues nombra un portavoz para Venga, eso. Rápido, ni rápido. Ni están es? ni se les esperan, perdón. ¿eh? ¿Qué t i g a r a t Voy a intentar、eh, ser todo lo sintética que no pueda. Como yo,、eh, no, no, no, <risa> no, porque es un, tema, es un tema complicado. Yo reconozco que llevo todo el día, bueno, pues consultando a todo aquel que se considera experto y al que no,、eh, para hacerme una composición de lugar. Y yo me iría al terreno más político sin entrar en el de los gigavatios o los megahercios, porque es un terreno bueno, que、es. no dominamos ninguno de nosotros. Eh, eh, fíjate, eh, yo me haría una siguiente pregunta. Me haría varias preguntas, pero una, una de ellas es, ¿por qué? el presidente del Gobierno no descarta、eh, la hipótesis del ciberataque? ¿Y por qué, en una aparente discrepancia con red eléctrica que no es tal, que no existe,、no existe eh, por qué、eh, bueno, pues, eh, no la acaba descartando como ha hecho la Comisión Europea, como ha deslizado, aunque no de manera oficial, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional, la propia red eléctrica? ¿Por qué lo hace? Eh, y la respuesta es sencilla, porque la respuesta、eh, y la causa、eh, precisamente de este apagón puede ser peor que la del ciberataque. Estoy de acuerdo con lo que decía、eh, Javier Portillo en el diario Voz Populi,、eh, que este, esta tesis le puede, le puede salvar,、eh, los, hacer salvar los muebles a Sánchez. Porque, ¿y si la causa de todo esto、eh, a lo que apunta es a precisamente una decisión ideológica? ideológica? Eh, desde el punto de vista energético del presidente del gobierno que,、eh, y del propio gobierno y de la propia red eléctrica, que no hace más que ejecutar los planes del gobierno, porque es el gobierno quien nombra precisamente a Beatriz Corredo, r por cierto, íntima de José Luis Rodríguez Zapatero, el gurú y el negociador de Pedro Sánchez en Ginebra con Pusdemont.、Eh, y sí,、si, si、precisamente, la causa. Que no tiene nada que ver con un ciberataque, es mucho peor porque a lo que va es precisamente a un problema con el mix energético en el que se ha sobredimensionado las renovables y se ha orillado o intentado sepultar a las nucleares. que De esto va la película. Y de hecho, ese 75% de renovables que se daba en ese momento. de... de Ese es el motivo de la desaparición de la que h a b l ó ayer repentina el presidente del Gobierno. Y, y aquí es donde quiero llegar a la discrepancia, a la segunda discrepancia que tengo yo con algunas noticias, o por lo menos la información que yo tengo no va en esa dirección, que se han publicado en relación a la relación, valga la redundancia, del Gobierno con Beatriz Corredor. No es verdad. En privado el Gobierno. No tiene un malestar con Beatriz Corredor. Puede ser que tenga una gestión difícil ahora mismo de los tiempos en el corto plazo, pero tiene la confianza absoluta del gobierno. Beatriz Corredor lleva desde el minuto uno reuniéndose de manera permanente, intercambiando información de manera permanente y dándole al gobierno de manera permanente la información que le permite ahora mismo al presidente del gobierno señalar a una gran empresa. Que opera en el suroeste de este país y que es responsable de que haya desaparecido súbitamente un importante torrente de energía proveniente de la energía solar. ¿A quién está apuntando el presidente del gobierno? o b e a ti r z corredor? ¿Se va a cargar precisamente a esa persona a la que ha puesto precisamente la política al frente de una empresa semipública? No. Yo creo que está apuntando directamente, es una opinión. A la única empresa que hoy no estaba presente en el Palacio de la Moncloa y que es curiosamente la primera empresa que ha salido a defenderse de los q u e Es Iberdrola, vamos a decirlo. Es Parece que los oyentes de Iberdrola sacan un comunicado en el que dice que va a defender sus, sus, sus derechos y dice que hizo lo que el gobierno y la gestora del, del suministro eléctrico, de la, la red eléctrica,、eh, le dijo en todo momento. Y que es un sector reguladísimo, ¿eh? la energía, esto no se lo vamos a descubrir ahora. Sí, Cristian. Es, es evidentísimo que el presidente del gobierno está apuntando, evidentemente, a Iberdrola.、Eh, lo h a hecho, lo, lo van a hacer paulatinamente, poco a poco van a ir dando informaciones, pero hoy ha quedado muy claro que el culpable. Eh, del digamos, fallo técnico、eh, ya, ya está decidido, ya lo han encontrado y es efectivamente Iberdrola.、Eh, en cuanto a Beatriz Corredor, hombre, me llama la atención que no haya comparecido públicamente porque no deja de ser la máxima responsable técnica del mayor apagón de la historia. Eh, de nuestro país, pues, con lo cual,、eh, vamos, a mí me dijeron, ahora que se ha quedado atrapada en un ascensor, porque he visto fotos de ella en las reuniones con el gobierno, p e r o cortadas.、Si、no, pero, diría, pero cortadas, sí, e x a c t a Pero、exacto. el gobierno la está protegiendo, a ella y a sus portavoces.、Hmm. Pero fíjate, hay, hay un, hoy Jordi Sevilla, expresidente de, de, de Red Eléctrica、sí. Española, ha publicado un artículo en el país donde dice una frase. Cinco、eh, días, sí. Sí, a cinco días, perdón.、Mm. Eh, una frase、eh, muy clara, muy evidente. Y él dimitió precisamente por esto. Él dice: el Plan Nacional Energético Español se planificó desde un despacho con demasiado mesianismo renovable, es decir, con、eh, mesianismo ecologista, y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante en el mix energético. Es decir, que la red se debería haber actualizado con una fuerte inversión. Para acomodar、eh, las nuevas energías renovables que tienen unas exigencias y que presentan unas características que no tienen las energías tradicionales, la nuclear, la hidroeléctrica, etc. Unos consejos y saludamos a, al presidente de la región de Murcia. Una motera nace para. La brújula. p e r e n una puntualización, porque. i b e r d r o a sí, sí estaba. Sí estaba en la reunión.、Eh, es la. La única empresa que yo sepa, o, a, a, corregidme si, si me equivoco, que ha enviado un comunicado después de escuchar la comparecencia del presidente del gobierno. Es decir, que se puede interpretar como una reacción a esa、eh, comparecencia, a pesar de que no aludiera directamente a ella, sino que dijera que va a proteger pues, todos sus derechos y que y se comportó pues, como es debido y como le mandaron en la gestión. El que no e s t a h a era Sánchez Galán. El、sí. responsable de e n tenía representantes ahí. Vamos, quiero decir, en cualquier caso, en cualquier caso efectivamente, las empresas energéticas fueron a la reunión con la Moncloa y ahora veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.、Eh, sobre esto, pues hay versiones, uno nunca sabe.、Eh, Beatriz Corredor, desde luego, es muy llamativo que no haya salido y que no haya explicado absolutamente nada. Y que todavía estemos por,、eh, por escucharla en lo que es la mayor crisis energética que se ha producido en, en, en 20 años en Europa y, y en España, pues、eh, desde que se recuerda. n o Y si esto es protección, o. Desde luego hay una versión que es bastante divergente、eh, respecto de la red eléctrica. e h La red eléctrica,、eh, en primer lugar, descarta el ciberataque, el gobierno insiste con lo del ciberataque. Bueno, en cualquier caso, veremos, veremos.、Eh, Tengo otro en la línea, a, a Fernando López Miras, que es el presidente de la región de, de Murcia. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar,、eh, está todo solucionado ya en, en Murcia. Entiendo que hay algunos problemas acumulados,、eh, sobre todo de desplazamientos, que, que entiendo que están en transición todavía. Bueno, en principio, aquí ya estamos en la vuelta a la normalidad. Desde la madrugada pasada, a las 4.04, se restableció el 100% del suministro. Energético y bueno, pues esta mañana, sobre todo de, de ferrocarril y demás comunicaciones, algún problema, pero ahora mismo hay normalidad absoluta de la región de Murcia. La vuelta a la normalidad implica que los 75 efectivos de la UME que se habían desplazado a la región de Murcia vuelven a su base porque se d e s a c t i v ó el nivel 3 de la declaración de emergencia nacional. Sí, así es, y la verdad es que muy agradecidos por, por la respuesta de, de la unidad militar de emergencia. Gracias por. Por venir a, a, bueno,、pues、a prestar su servicio y su ayuda a lo que se requiriese, aunque lo cierto es que lo que requeríamos era información del Gobierno de la Nación y por eso solicitamos el nivel 3 de e m e r g e n c i a esa emergencia nacional, porque después de seis horas, más de seis horas de una emergencia nacional, creo que nadie cuestiona que era una emergencia nacional, no teníamos ninguna información ni comunicación del Gobierno de la Nación. Por eso solicitamos el nivel 3 de, de emergencia. Exclusivamente para que alguien del gobierno de España no tiene información.、Eh, o sea, claro, usted dice que, que ante la incertidumbre, ante no saber exactamente a qué, qué horizonte se enfrentaban,、eh, pidió el, el nivel 3, porque antes no habían conseguido hablar con nadie del gobierno, nadie de su administración、eh, pudo tener una información directa de qué es lo que estaba ocurriendo. Con nadie, con nadie, absolutamente con nadie. Desde las 12 y 32. Eh, que sucede el apagón, bueno, esto ya es、eh, conocido por todos. Transcurrieron seis horas sin saber nada, absolutamente nada de nadie, de, de nadie del gobierno, de ningún ministro, de ningún、eh, secretario de Estado, de ningún director general de un ministerio, o sea, nadie del gobierno de España, nadie de ningún organismo público. Se puso en contacto con el gobierno de la región de Murcia, nos dijo、eh, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que creían que estaba pasando, qué es lo que podía estar pasando, cuál era su previsión. Eh, nadie, nadie, nadie nos informó de nada. claro, Seis, seis horas de, de incertidumbre, seis horas de una crisis, como digo, de trascendencia nacional, esto nadie lo cuestiona,、eh, sin que nadie nos dijera nada, pues nos llevó precisamente a solicitar ese nivel 3, con la justificación específica de que requeríamos colaboración nacional y, sobre todo, información por parte del Gobierno Nacional. Bueno, desde luego, una,、eh, tantas horas、eh, sin, sin luz ni suministro eléctrico es toda una experiencia. ¿eh? Bueno, y hay quien no lo ha contado por una mezcla de impericia y desesperación que le ha llevado pues, a tomar、eh, malas decisiones que tuvieron un desenlace fatal.、Eh, si usted tuviera que destacar la mayor dificultad en la gestión a la que se han enfrentado en estas horas,、eh, ¿cuál sería? Bueno, la mayor dificultad, sin duda, ha sido que, que cayeron las comunicaciones y que era muy difícil poder、eh, comunicarnos pues, entre los propios servicios de emergencia. s Yo, yo a, a, los, a los 30, 40 minutos de, de las 12 y 32, de que se produjese ese apagón y que supéramos i ya que era una cuestión nacional, me desplacé al centro de emergencia s de la región de m u r c i a y a l l í estuve pues, aproximadamente desde la una del mediodía hasta las dos de la madrugada. Entonces, el primer problema es que era muy difícil、eh, comunicarnos con el resto de dispositivos de emergencia y la principal preocupación era garantizar el suministro energético en los hospitales, en los centros sanitarios. Esa era nuestra principal、eh, preocupación, que los centros hospitalarios tuviesen suministro energético. Afortunadamente, todos los hospitales de la región de Murcia tenían un grupo de electrógeno s y ahora nos enfrentábamos al problema de, de garantizar que tuvieran combustible. Ahí también teníamos、eh, la suerte de contar pues, con, una, con el Valle de Escombreras, con una, uno de los,、eh, de los valles energéticos más importantes de Europa, con una refinería como la de Repsol, que nos garantizaron el suministro del combustible que fuera necesario. De hecho,、pues、ayer、eh, para los hospitales pudimos adquirir 85.000 litros de combustible y en total ayer desde el Valle de Escombreras salieron 700.000 litros de combustible. Para mantener todos los servicios esenciales de la región de Murcia.、Uh -huh. Es decir, que dentro, desde luego, de la problemática, dentro de,、bueno, de esa incertidumbre, teníamos la garantía de combustible para mantener el grupo de electrógenos, sobre todo en los hospitales, que es lo que más nos preocupaba.、Uh -huh. hoy, hoy, martes,、eh, los centros educativos de la, de la región han abierto,、eh, han podido dejar allí a sus hijos, los padres que podían trabajar. Entiendo、eh, que mañana ya se regresa pues, al horario l e c t i v o con toda normalidad, se imparten las clases y, y bueno, y como un día cualquiera, ¿no? Sí, desde luego, y ya ayer, bueno, ayer、eh, a mediodía ya decretamos en la región de Murcia que por la tarde se suspendían las clases y los centros también、eh, sociales de personas mayores, de personas con discapacidad para evitar d e s p l a z a m i e n t o s innecesarios. Y ya a última hora de la tarde anunciábamos que, que esta mañana sí que abrirían los, los centros educativos, ¿verdad? Luego、eh, Sánchez anunció, bueno, pues esta cosa de que abrirían los centros educativos, pero sin actividad l e c t i v a Algo que se limitó a decir en la televisión porque no se refrendó en ningún tipo de p u b l i c a c i ó n e s de la o f i c i n oficial ni de documento público. Así que seguimos trabajando con las instrucciones y las directrices de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. ¿Y han hecho ya una evaluación del impacto económico que ha tenido este apagón? Pues estamos hablando con todas las organizaciones empresariales para que nos transmitan cuál es su evaluación. Estamos de momento en, en un momento muy preliminar. Sí que、eh, ya hemos hecho algunos cálculos, una jornada. En la región de Murcia sin actividad económica supondría en torno a los 175 millones de euros y media jornada serían en torno a los 85 millones de euros. A partir de ahí, pues estamos empezando a hacer valoraciones.、Uh -huh. eh, ¿Usted cree que debería cambiar algo en la política energética de España después de esta crisis? Mire, si, si, si a mí me pregunta,、eh, yo creo que la política energética de España es errónea. ¿no? Eh, desde luego, creo que hay que apostar por la energía renovable, se, se lo dice. El presidente de la región con más horas de sol al año de t o d o Europa, y por lo tanto tenemos que aprovechar la energía fotovoltaica, la energía solar, pero creo que no se p u e d e despreciar energías que, bueno, que desde la propia Unión Europea se han demostrado como limpias, como es la energía nuclear. Hay que hacer un mix energético que haga que se garantice, en primer lugar, el suministro energético continuo para la población, y en segundo lugar, algo muy importante después de, por ejemplo, la invasión de Rusia en Ucrania, y es la seguridad, la autonomía, la soberanía. Energética también、eh, del país. Esto a mí me lo pregunto hoy, se lo digo, pero si me lo hubiera preguntado la semana pasada se lo habría dicho igual. Ahora, para hacer un examen más certero de la situación a día de hoy, tenemos que saber qué pasó ayer. Y este es uno de los grandes problemas. Es que nadie nos ha contado qué pasó ayer. Nadie sabe qué es lo que pasó ayer. Nadie sabe a qué se debe lo de ayer. Nadie ha dado una sola explicación. El presidente del gobierno ha tirado balones fuera, pero nadie nos ha contado. Dado el más mínimo detalle o una mínima explicación sobre qué es lo que pasó ayer. Hasta que no sepamos qué es lo que pasó ayer y por qué pasó lo de ayer, tampoco podemos hacer un análisis、claro. certero de, de qué es lo que hay que hacer para que no se repita. En la región de Murcia, sí, desde luego que hay mucho sol, a fe que sí, pero,、eh, pero también tienen además centrales de ciclo combinado, tienen, tienen centrales hidroeléctricas, tienen la central térmica de Escombreras,、eh, la del Fangal de ciclo combinado, Cartagena,、eh, en fin.、Eh, ¿Esas centrales estaban funcionando con normalidad en el, a las 12 y 33, en el momento en el que se fugaron esos 15 gigavatios, no sé decirlo de otra manera, de energía que provocaron la catástrofe? Nosotros la, la información que tenemos es que hasta, hasta esa hora, hasta las 12 y media, 12.32, estaba funcionando toda la industria, todo el Valle de Escombreras, con absoluta normalidad.、Sí. Hmm. O sea, ¿no tiene usted motivos para dudar de que los operadores privados han tenido algún tipo de responsabilidad en esto? Yo no tengo información que avale esa teoría, ni, ni, ni tengo información extraoficial, ni desde luego oficial, ni, ni nada. Me hace pensar、eh, que ese sea el motivo. ¿no? Uh -huh. Le digo que ya, la región de Murcia es una gran región, pero en el que todo está realmente cerca, y si hubiera alguna decisión de ese tipo, pues、eh, uh -huh. nos habríamos enterado ¿no? en el Valle de Escomprados en Cartagena. Bueno, pues Fernando López Miras, presidente de Murcia, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en, en la brújula y celebramos que ya haya regresado a la normalidad、eh, su comunidad y que los chavales vuelvan al cole, que es lo que tienen que hacer también para el descanso de sus padres. Eh, eh, presidente, hasta, hasta luego. Pues muchas gracias, gracias por el interés y sobre todo gracias por el servicio, el servicio más público que nunca que hicieron ayer durante toda la tarde. Gracias. Bueno, eh. Continuamos en la Tertulia de la Brújula con Keti g u r r a con t o n i Bolaño, con、eh, Cristian Campos y、eh, leyéndonos los periódicos、eh, José Nazibert. Que te veo con la mano levantada. Keti, ¿qué quieres? Sí, es que decía, decía el señor López Miras,、eh, desconocen cuál es el motivo. Yo, yo en eso, fíjate, discrepo. Yo coincido. En toda la parte de la crítica,、eh, como hacía antes Tony, de, de lo tarde que llegaron, que el presidente del gobierno tardara seis horas en comparecer en un primer momento cuando estaba el país absolutamente colapsado, cuando la gente estaba retirando a sus hijos de los colegios, cuando、eh, no sabían a qué sentarse, cuando estaban atascados precisamente en las carreteras.、Eh, no tiene un pase que el gobierno tardara seis horas en comparecer en un primer momento. Para explicar lo que pudiera, aunque no tuviera la causa. El problema es que sí tiene la causa. El gobierno está preparando precisamente el argumentario para cargar contra las malvadas eléctricas privadas que especulan con nuestra energía para forrarse. Eso es lo que va a hacer. Ese es el argumentario que lo que pretende es utilizar como una cortina de humo para tapar precisamente la decisión ideológica del mix energético, para tapar la ofensiva contra las nucleares, que son una energía limpia, que son una energía. Que no ha generado un problema de seguridad nunca en Europa, que son una energía que desde luego、eh, se tiene que considerar a nivel eh, eh, progresivo y a nivel racional、eh, en el mix energético actual para no depender precisamente de la volatilidad de las renovables. Porque es verdad que a la hora de controlar precisamente esos saltos del sistema, lo que explican los que saben, que son los expertos, es que las renovables. Eh, actúan eh, en el mercado como si fuera un coche sin volante. Y que es precisamente la energía nuclear, el ciclo combinado, las que te p e r m i t e tener esa dirección asistida para controlar que no haya saltos en el sí, sistema. q o t r a capacidad de m a n i o b r a Exacto, exacto. Con lo cual,、eh, yo creo que lo que el gobierno está intentando. Es tapar p r、pues、evitar c i s Es a m e e e n t ese debate como es el, es sea. Es v ideológico t a r el b a t e e i d o tapar precisamente las consecuencias que hasta el propio diario El País, y tú lo recordabas hace un minuto, le está diciendo que ese es el debate de fondo. Ni el ciberataque ni nada. El debate de fondo es básicamente las alertas que el propio sistema. Precisamente desde la empresa pública, ha lanzado al gobierno, ha lanzado a las autoridades diciendo: oiga, cuidado, que esto se nos va de las manos y la tensión en el sistema es brutal precisamente por estar sobredimensionando las nucleares y el, no, hecho, las la, perdón, las y el gobierno ha hecho caso omiso. Y ahora. Nos vamos nuevamente a una cortina de humo, a un debate、eh, pueril, infantiloide y del discurso efectivamente del c u m b a y a para taparlo todo. ¿Qué, qué estás leyendo, b e r a Sepultado en portadas ya. 20 minutos. Sánchez no aclara el apagón, evita culpar a red eléctrica y apunta a operadores privados. El mundo va a cinco columnas mañana con el siguiente titular. Corredor ignora las alertas sobre las renovables desde hace cinco años. Los técnicos de red eléctrica han advertido desde 2020 del riesgo de la entrada masiva de las energías verdes. La empresa no adoptó las medidas que pedían y apunta ahora a un fallo del sistema tras descartar el ciberataque. Llevado una pieza separada que se titula Operador Privado, entre comillas, Enchufe Público. Una exministra del PSOE al frente de la compañía clave. Y hay periódicos. Que ya titulan,、eh, digamos, defendiendo una tesis clara de lo que ha sucedido, no en medio de toda la incertidumbre. Por ejemplo, ABC. La falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica. Expertos del sector sostienen que España está expuesta a sufrir otro gran apagón. El gobierno dio solo 15 minutos a las autonomías para pedir el nivel 3 de emergencia nacional. Las consecuencias del histórico corte de luz se cobran la vida de al menos 5 personas. La foto es de gente en el, la estación del AVE de Córdoba. Dice el pie de foto: pasajeros desesperados, más que desesperados, parecen ya como resignados a su suerte. Son muy expresivas、eh, los rostros de estas, de estas personas. Y en la razón, a cuatro columnas, con la foto de la reunión del Consejo de Seguridad、eh, presidida por el Rey en el p a l a c i o de la Moncloa, el exceso de confianza en las renovables. Causó el apagón. La red se hundió en cinco segundos, críticos por dos eventos, entre comillas, en el suroeste de la península. Red Eléctrica reconoció en un informe que existía el riesgo y lo negó hace veinte días. No tenemos el editorial, pero es、sí、el título: Tercer Mundismo en la España Sanchista. Bueno,、eh, nosotros evidentemente no vamos a explicar los rudimentos del suministro de energía sencillamente porque los conocemos. Es decir, no, les, no vamos a tratar de explicarles la diferencia entre un generador síncrono y asíncrono, porque no tendría sentido. Nos apoyamos. v i a m o s a los expertos que son los que nos explican y nos hacen entender qué es exactamente lo que puede haber ocurrido. Lo que sí sabemos es cuáles son las reacciones, estrategias, narrativas, políticas que se despliegan. Porque ocurrió lo mismo, además, también en la pandemia. Y eso es lo que、eh, está a nuestro alcance: conocer、eh, cómo y por qué el gobierno trata de、eh, prolongar la vida、eh, no、completamente artificial de, de una teoría que conduce hacia un ciberataque que ya todo el mundo ha descartado, o por qué está demorando una explicación exacta de lo que ha ocurrido cuando a estas alturas ya tiene que saberlo. Porque el gobierno dispone de los mecanismos para conocerlo. Y si todos estos expertos, además, apuntan en una dirección bastante clara, creo que el gobierno tiene que tener una cierta conciencia de qué es lo que ha ocurrido. Otra cosa es que no sepa. Todavía, o que necesite un, un, algo de tiempo más para escribir una historia más verosímil y que para eso necesite algo que la apuntale, por ejemplo, una comisión de investigación, n o que eso siempre hombre, le da un cierto vigor a la, a la narrativa, a la literatura. ¿no? Bueno, esto es lo que, lo que nosotros podemos contarle.、Eh, sí, Tony. Bueno, yo espero,、eh, espero que. Eh, la comisión de investigación que haga la, la Unión Europea vaya a tener más fidelidad que la que haga aquí, porque la de aquí va a ser、eh, batalla campal, batalla campal política, con lo cual poco vamos a sacar. Pero vamos a ver: ¿energía nuclear limpia, k e t t y No. La energía nuclear no es limpia. Nos cuesta un pastizal, porque acuérdate cuando se intentaron hacer aquellos almacenes para meter los residuos nucleares y no hubo forma humana de que en este país, algún pueblo, cuando salió un pueblo que decía el alcalde, bueno, en mi pueblo podíamos, bueno, lo, lo crujieron a palos, en el de al lado lo mismo, etcétera, etcétera. Y seguimos pagando un pastizal, me rondo una cantidad por la cabeza, pero no la voy a decir porque. Eh, a lo mejor me equivoco, pero un pastizal a Francia donde va vamos a enterrar nuestros res residuos nucleares y es un pastizal importante. Luego, todavía no he escuchado a ninguna empresa eléctrica que diga que va a hacer una inversión para montar una nueva central nuclear. Quieren mantener las actuales y me parece bien porque se necesita la energía nuclear para equilibrar el sistema porque ahora les son rentables porque ya las tienen amortizadas. Las tienen amortizadas. De momento, insisto, no he oído a nadie que quiera montar. ¿Pero si las quieren cerrar? ¿Cómo? ¿Cómo? o q u e r e r abrir nuevas?、Si、sus... ¿El gobierno no, quiere cerrar las que hay? Pero tienen sus... No, pero es que nunca hubo f o m a Hay formas de hacer rentable o... una inversión, ¿eh? como、claro. las renovables, que quizás no eran tan rentables como se hizo. Como, como se pero, pero, de hombre, una forma es que... dirigida, claro. Pero, Rafa, no estamos hablando de lo mismo. No,、si、no estamos hablando de lo de mismo. De las renovables,、no. un millón de euros de inversión es la pera. Eh, con, en una central nuclear, un millón de euros, yo creo que pones las, las losetas、sí, de la entrada. Pero, pero si no es por meter, si ahora hay, hay mini,、eh, estos mini reactores, además, que se están poniendo por, sí, por、no. todo el mundo, quiero decir, o sea, lo que a mí me sorprende ¿no? es que España trate en una convertición, de convertirse en el ranking, en una especie de vanguardia,、eh, mientras el resto del mundo va hacia、claro. otro lugar. Es decir, avanza hacia una soberanía energética que garantice una seguridad, una estabilidad bien, bien, bien, bien. y que. Le dé un futuro previsible, porque es verdad que nuestra vida ha cambiado y quizás también nuestras prioridades tengan que hacerlo.、Eh, si a, antes de ayer, y en esto, mira, le voy a dar la razón a Sánchez: si antes de ayer a los españoles le dicen que hay que aumentar el gasto militar, sí,、claro. o Casi 8 décimas、eh, del, del, producto, del porcentaje del peso que tiene en el Producto Interior Bruto, te dicen que no, pero te lo dicen el 95% de los españoles. Pero de repente, oye, las prioridades cambian, las amenazas son otras. Y ahora es, la política sirve a eso, ¿no? Quiero decir, porque si tú tienes una cerración ideológica que te impide ver cuál es el interés nacional en cada momento, en lo que te conviertes es en una especie de dispensador de, de supersticiones, francamente. Y, y acabo, o ¿eh? Eh, no. Luego, yo. A ver, que el gobierno tiene claro quién es el culpable es complicado. Yo ahí no, no estoy de acuerdo contigo, k e t t y No estoy de acuerdo. Pero yo creo yo sí veo dos、eh, culpables. Uno, el regulador, que no, tiene, no, no estaba, digamos, al caso y tenía previsto los mecanismos que prevé el mercado para tener alternativas en un momento determinado. Y luego. Que las eléctricas tienen demasiado poder y juegan para forzar la demanda para hacer caja. Que no es negativo, pero hombre, a lo mejor a alguno se s le ha ido la mano. Yo estoy de acuerdo ahí, e h yo no creo que sea eso incompatible con la, con la situación actual. Ahora, solo te digo una cosa: si, casi, si hemos conseguido en un tiempo récord precisamente restablecer el servicio, primero es gracias a dos potencias nucleares, Francia y Marruecos. Y segundo, la clave también es la velocidad. Del de,、eh, elemento disruptivo, de cambiar precisamente el patrón de consumo. Porque después, precisamente de la guerra de Ucrania y de la crisis del gas, lo que pasó fue que Alemania se dedicó a quemar carbón precisamente por su decisión disruptiva de cerrar las nucleares. La clave es la velocidad en la que cambiamos nuestro comportamiento energético. Bueno,、eh, unos consejos. Y Cristian, ahora te toca a ti, ¿eh? me olvido. La brújula. Si siempre dijiste Onda Cero Podcast presenta. ¿Qué es lo que nos une de verdad a otra persona? ¿Por qué algunas amistades duran toda la vida y otras no? El escritor Jacobo Vergareche y el neurocientífico Mariano s i g m a n conversan con músicos, actrices, científicos y pensadores sobre ese vínculo esencial que llamamos amistad. Marta Nieto, Ancho Sánchez, Aurora Nacarino Bravo, Jorge Dressler. Claramente la admiración es parte de la amistad. No tiene nada malo querer estar con alguien a quien uno admira. Jorge Freire, Juan Arena, Leonor w a d l i n Las amistades no son mi punto fuerte. Quiero mucho a la gente, pero no se me da muy bien. Amadú Dialo. Inés Martín Rodrigo. Marta Peirano. Yo no sé si en los baños de los chicos pasa algo que en los baños de l a s chicas ha pasado siempre: que es que tú haces las amigas en el baño. Amistad. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita, Onda Cero Podcast. Miércoles hay Radio Estadio con Edu García de las Patatas Fritas. De los chistes buenos. Y de ganar nunca te cansas. Por eso el Barça quiere más y buscará meterse en la final de la Champions en Múnich. Este miércoles, todas las energías concentradas en Monjuic. Semifinal i d a ante el Inter de Milán. De la con la duda de Turán, con la baja de Lautaro. Todo un clásico de Europa que viviremos en Radio Estadio desde las ocho y media de la tarde. Nosotros tampoco cansamos, ¿no? No. Onda Cero, tu radio. Este verano voy a campe... Perdón,、no、hace esta interrupción, pero esto es algo que hay que contar. Con la fórmula Coche Casa de línea directa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Aprovecha, llama al 917-700-700-917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Llama al 917-700-917-700-700 o entra en lineadirecta.com y ya podemos continuar con nuestras cosas. Música Cero, la brújula, la torre. Que tenemos que estar hablando desde el cónclave, con todos los clichés, ¿eh? El misterioso, la liturgia. El, el que, que entra fumata, Papa sale, Cardenal, el que entra Papa. La, el medio de comunicación más seguido del mundo, la fumata, que además de blanco no tiene nada, porque sale yo siempre la veo gris. Digo, bueno, a ver si lo aclaran ya de una vez. No, hombre,、oh. no, es blanca. Y como además ahora ya se manda la alerta por la agencia ANSA, antes de nada, pues mucho más fácil, porque esto de la fumata blanca es, sí que es un anacronismo, no tiene ningún sentido. No, pero cuando fue elegido, c u a n d o fue elegido Benedito XVI, yo sí. sí recuerdo que era más blanca. Le debieron de hacer un tratamiento, ¿no? p u e lo hacen con una paja especial, ¿no? Entonces, un tratamiento que.、Pero、simplemente es que sea húmeda o seca, ¿no? O no tiene, sí, ya, pero luego, luego tiene tiene más, visto más, lo ocurrido. Más Esto es lo ocurrido con Benedicto. Yo creo que cuando eligieron a Francisco. Le hicieron un tratamiento especial, eso es.、Mm -hmm. Con Benedicto XVI aquello fue una confusión、eh, monumental. Nadie sabía si era blanca o negra porque siempre salía gris. Y entonces decían, bueno, a ver si Ansan nos lo aclara. Y ya con Francisco, al parecer, le hicieron un tratamiento especial que permitió identificar. Claro, porque que estoy era pensando en el 78, que había sido el anterior c o n los dos anteriores conclaves, por mejor decir, estaría extendida la tele en color. Estaría ahí justo, más o menos, ¿no? Eh, ¿Cuándo eligieron a g o y t l a a, Guitila, ¿A Juan Pablo II? Y a Juan Pablo I, un mes antes. Juan Pablo I, sí. ¿no? Poco. Eh, sí. En la película Conclave se s ve una escena en la que,、eh, bueno, parece que utilizan una especie de cápsulas para el humo blanco o negro.、Sí. Lo que no sé es, o sea, es lo que hay dentro de la cápsula, igual dentro de la cápsula. Que habitualmente、paja. es verdad Pero, que era o, o una paja humedecida o seca, y eso produce una diferencia. Pero claro, estamos hablando de tiempos en los que se comunicaban, pues así, y la gente se subía a las a l m e n a s Y subía en lugar de seguir por la radio las cosas, claro, pues sí, pero ahora ya es diferente. En cualquier caso, hoy no va a estar el bueno de. Ahora ya me he olvidado e l nombre, Beccio. Beccio, el cardenal Beccio, el que condenó en vida.、Eh... Pero fíjate que es una cosa curiosa, que sale también en la película. Hay uno de los cardenales、pero、de、no、la película que, es que... que cae por un. Por un texto. Os digo ¿no? una cosa, sois bueno, insoportables. d、bueno. e verdad. Película, lo, os lo digo ya. De, pero ¿por qué hablas en plural? Por, porque No, para, es que para no、encantado. ofender directamente a nadie, pero cada vez que hablo、es、del c o n c l a v e alguien viene y me cuenta la película y ya no puedo soportarlo más, no la he visto todavía. ¿Quieres q u e te c i r No, final, no、tampoco. me cuentes el final, bueno, me va a poner bueno, como bueno, pumares, no. no. Pues、so、es una sorpresa total. No, pero hombre, bueno, espera, fuera, se acabó el c o n c l a v e vamos a hablar. hablar de otro asunto. Bert, no sé, cuéntame algo. Opinión, opinión, sin firmar. Y, y firmada. Editorial del Mundo, huida hacia adelante para eludir responsabilidades. El e m p e c i n a d Ay, gracias. El e m p e c i n a d Es que ha venido、Era. justo en este instante. En La este paloma m e n se a j ha llegado. El diario La Vanguardia, que va a cinco columnas con red eléctrica, atribuye el apagón a una parada de las fotovoltaicas.、Claro. El sector niega la acusación y Sánchez asegura que llegará hasta el final. El corte de luz deja tres víctimas en Orense y una en Madrid. La foto es la de esa reunión que ha habido. El lenguaje corporal, diría alguien, es muy, muy expresivo. Bueno. ¿El presidente del gobierno a quién mira? El presidente del gobierno mira en diagonal.、Eh, muy los... directamente. Sí, según tú, muy directamente al. al se, se, la, la se, que según que tú, ha sido demoledor. ¿eh? No, <risa> es que、dejo. No quiero mojarme、es、tanto. No, no, es que hay, que hay que mirar la foto. A, a ver, traza. Directamente la línea u n a línea en estos momentos que, que le une con el representante de Iberdrola en la, en la reunión. El editorial dice: un sistema frágil que requiere esfuerzo. El servicio se restableció en algo menos de 24 horas, pero ahora se precisan reformas de calado. Sánchez dice que esto no debe repetirse y que se pedirán responsabilidades a los operadores si los hay, dice e l editorial de la vanguardia. Pero hay más editoriales. El del mundo, por ejemplo, huida hacia adelante para eludir responsabilidades. El empecinamiento de Sánchez en negar los datos que conduce. ...reducen A las causas del gran apagón, impide afrontar el debate de fondo que subyace en esta crisis. La planificación en materia eléctrica exige consenso, certidumbre y visión a largo plazo. A falta de todo ello, al gobierno le toca asumir las consecuencias de su errática política energética. Jesús Morales, director de 20 Minutos, reflexiona: Red Eléctrica no era la empresa más idónea para colocar a compañeros del partido, a otro director, Paco m a r u e n d a de La Razón. Opina, cree que el de Beatriz Corredor es el mejor enchufe de España. Para Cuartango en ABC, el apagón es uno de los cisnes negros que acuñó Nasim Taleb. Volvimos a constatar la incapacidad del Estado para informar a los ciudadanos y garantizar los suministros básicos. Ella curía en el mundo sobre la comparecencia de Sánchez. En lugar de iluminar los hechos y ofrecer respuestas, el presidente extendió el apagón informativo, confundiendo la comunicación con el control, la responsabilidad con el espectáculo y el liderazgo con la teatral escenificación. Ignacio Camacho titula en ABC su columna Gigavatios a la fuga. El gobierno ve venir un debate antipático, el del, exceso pese, el del excesivo peso de las renovables en un mix energético desequilibrado. Ojo a la idea, dice, ya acariciada por Felipe González, de una nacionalización completa o parcial del sistema, bien mediante ley directa, en principio poco compatible con las directivas europeas de libre competencia, o a través de la toma de participaciones financieras. Y esos malditos gigavatios en fuga se van a enterar. Cuando aparezcan. David Mejía en el mundo se resigna. Es cuestión de acostumbrarse a la oscuridad. Parece que nuestras administraciones se han acostumbrado a no, suponer, a no responder a las preguntas más elementales. ¿Qué ha ocurrido? ¿Pudieron evitarlo? ¿Supieron gestionarlo? ¿Cuál es su plan para evitar que vuelva a ocurrir? ¿Quién asumirá las responsabilidades derivadas de las respuestas anteriores? Y Esther Palomera en el diario.es también se hace muchas preguntas. ¿Qué pasó en esos cinco segundos? ¿Qué provocó el apagón? ¿Se pudo evitar? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Fue un ciberataque? Bueno, y bueno. sigue, fue culpa. De las renovables, ta, ta ta ta ta. Demasiadas dudas y pocas certezas.、Ah, y a partir de aquí, cuando tenga alguna tengan y、respuesta. a partir de aquí, volantazo. Salvo para Feijó y sus m a r i a c h i s habituales.、Ah, claro,、vale. ellos ya tienen todas las certezas y se resumen en una sola. Pedro Sánchez es culpable de todo, del apagón y está de c o s t a A ver, déjame la ver la, la portada de la vanguardia. A ver, ¿habéis aclarado a quién mira o no lo Hombre, tú? a veis? Hombre, mira al señor. A v e t ú n c e s pues. No, ¿A quién、sí. crees tú que a ver, mira? Parece que está mirando en dirección a Mario Ruiz Teigle, que es el consejero delegado de Iberdrola España, que efectivamente es el d r e c t o r Y, y con recto serio. Esta fotografía entiendo que forma parte de un pool. De la Moncloa, de Moncloa es decir, fue、es. seleccionada por la Moncloa. Bueno, pues r e s e ñ a b l e también el rictus de v e a del corredor. Hay una cosa, desde luego, que es indudable, ¿no? que es la elección de los términos, las palabras, las voces、eh, que guían las oraciones ¿no? del presidente del gobierno. Por ejemplo, cuando el presidente elige que va a utilizar la voz pasiva para hablar de los famosos gigavatios, se perdieron, se perdieron los gigavatios. La voz pasiva、eh, suele ser muy cobarde porque lo que hace es ocultar el sujeto, que es lo interesante. En una frase como esa, ¿verdad? Que el verbo le i m p r i m e acción a la frase, pero hombre, el sujeto yo creo que tiene su interés cuando estás acusando a alguien de provocar una enorme catástrofe.、Eh, no sabemos a quién está señalando, esos son los operadores, ¿no? Es decir, ya estábamos en la construcción ¿no? de、eh, un culpable antes siquiera de tener una explicación de lo que había ocurrido.、Eh, la siguiente elección, nada desde luego. Ociosa de Sánchez es como dice: Vamos a exigir todas las responsabilidades. Es muy interesante, porque esa es una frase que bien podrían utilizar los ciudadanos: Vamos a exigir todas las responsabilidades. Pero el gobierno se pone como parte activa en la exigencia de responsabilidades y no como parte pasiva, que yo creo que es la que le corresponde. Vamos a exigir todas las responsabilidades significa, en primer lugar, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y por lo tanto. Y ahí es donde y,、eh, juega su papel la dramaturgia de hoy en la reunión con, la, con los representantes de las empresas de la energía. A pesar de que fue una reunión muy cordial, yo creo que el mensaje es evidente: n o es ahora me van a explicar ustedes quién ha cometido el error. Y hay formas muy amables también de amenazar o de advertir.、Eh, por ejemplo,、eh, les pido toda su colaboración para encontrar al culpable de lo que ha ocurrido. Eso. Sitúa al gobierno fuera del ámbito de la culpabilidad. El culpable, desde luego, no es el gobierno. No está en el gobierno. Y si además concluimos que Red Eléctrica es un operador privado. A pesar de que el gobierno nombra a su presidenta, a pesar de que es una exministra socialista, a pesar de que s e la plena confianza de Pedro Sánchez, a pesar de que las EPITEN i el e 20% de la participación, entonces ya todo está bastante claro. o ¿no? n Entonces, bueno, pues yo creo que estamos justo en ese momento, en el momento de la dramaturgia siempre tan interesante en política. Unos consejos. De temporada es más barato y más ecológico. Y si son productos de proximidad, contribuiremos a contaminar menos. Abril es el mes óptimo para comer verduras como las alcachofas, la coliflor, los espárragos, las habas o las zanahorias, por ejemplo. Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima. La brújula. La torre. 19 a las 10 y 19 en g a r a r i a s consumimos los últimos minutos de la Tertulia de la b r ú j u l a No sé de qué queréis hablar. ¿Queréis destriparme alguna película de final inesperado, por ejemplo? <risa> que, pero, este, que se acabe de estrenar y así no haya tenido posibilidad de ver. O alguna... Si quieres, te cuento la última serie que he visto que es fantástica, ¿eh? pero no, no, no vamos a entrar por ahí. Pero déjame decir una cosa, Rafa. <risa> sí, sí. José Montilla. <risa> bueno, <risa> fue, ministro, fue ministro de Industria y tuvo que aguantar. De todo, manifestaciones, huelgas,、eh, situaciones poco agradables, por la línea de muy alta tensión que une España con Francia. Le pasó como ministro. Pero e s t e d no t i alta tensión, se lo decían a él la, para criticarlo, ¿no?、Eh, era la MAT.、Eh, la, ah, la, vale, la, no se llama el, así. Sí, sí.、Pues、es, esto es un g u i t a r r Y claro, bueno, digamos, y、así. costó muchísimo. Y hombre, hoy me gustaría a todos aquellos que montaron los puentes,、ah, ah, que, que yo, las yo los padecí con el presidente Montilla. Porque él era. Tú eres una comunidad. Era que qué mal le sabe. Porque Llorena、sí. fue de los primeros sitios que empezó a recuperar la normalidad. Ajá, bueno, por ejemplo. Pues nada,、eh, aquí la s a c t u r a ¿Queréis alguno pasar alguna factura yo, pendiente? Fíjate, yo, yo, yo, yo voy del, pa, la... del, del,、no、sé, del alguien pasado. Alguien n o ha tratado mal estos días. De, del pasado Joder, al futuro.、Hay. Al, al, al futuro, que es el próximo miércoles. A mí vuelvo a, a esa comparecencia parlamentaria que yo creo que, que tiene muchísimo interés. No, no, tiene, no lo digo en broma, lo digo. Que, tiene, que tiene mucho interés. El 7 por、Papa、la mañana, la del la presidente del gobierno. Lo otro no es una comparecencia parlamentaria, hasta donde yo sé, sino otra cosa más relacionada con la religión. Y, y me parece muy interesante todo esto porque en, esta, en este mundo de locos, en este debate político a salto de mata en el que vivimos inmersos, Ya nos olvidamos de lo anterior, pero es que antes de ayer por la tarde estábamos hablando del gasto en defensa, estábamos hablando precisamente de la empresa israelí y estábamos hablando del lanzacohete SILAM、eh, que el gobierno no sabíamos si iba a mantener o no iba a mantener. Oye, de repente a Pedro Sánchez encuentra otra bolita en ese cubilete que le sirve para neutralizar todo el debate que tiene soliviantado a todo su bloque de investidura, a Esquerra Republicana, a Sumara, Podemos, a Venegas. c o m p r o m i s a, a, a todos ellos,、eh, ¿con qué? Con el nuevo enemigo nacional que nos une, que nos sirve de pegamento、eh, de la coalición y de lo que no es la coalición, que es el bloque de investidura, que son las despiadadas eléctricas. Los operadores privados,、eh, exacto. los operadores privados Con lo cual, lo, lo ha vuelto a hacer. Ay. Veremos a ver lo que le dura esta bolita, porque cada bolita pues tiene una vida útil de 24、bueno. horas, pero ha vuelto a encontrar una bolita. No sé, Cristian, ¿quieres hacer un elogio de los servicios públicos, del comportamiento cívico de los españoles, una vez más? Hablar del transistor a pilas.、No、sé. Podemos aplaudir a la sanidad, ¿no? que es muy socorrido. No sé si hay que、y、decir, hay que aplaudir pública, a la sanidad pública. e s n o Es muy socorrido. No, yo quiero hablar del Papa, podemos hablar del Conclave, o t i e n e s exactamente 50 segundos. Adelante, 50 segundos. hay 23, eh, quiero、eh, zanjar este Tema. Oye, fantástico.、Eh, sí, yo, lo,、eh, yo es que sé perfectamente quién tiene que ser el próximo Papa, como todos los españoles, todos lo sabemos. Yo、sí, no. no、sí. d e j a r l e d e j a r l e que se consume el tiempo. Por favor, por favor, que se me acaba el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer para saber quién debe ser el próximo Papa es coger a toda esa gente que hace dos semanas criticaba la Semana Santa por considerarla una cosa retrógrada, cavernícola, etcétera, y que ahora son vaticanistas expertos y te dicen cuál tiene que ser el próximo Papa progresista, acorde con los tiempos y tal, y escoger exactamente Contrario. O sea, el que más odien. <risa> el, el Papa africano más reaccionario <risa> posible, el de la misa de espaldas en l a la, Amén a Cristian Campos. El contracónclave. Amén a c o n t r a c ó n c l a v e o s e a el Papa contra r la que quiera esta gente. Consejo, es consejo, el esto, es, esto es como el Vaticano: aquí no hay democracia. NNH. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches y hola a todos. Bueno, ya vamos viendo, ¿no? Se hizo la luz. Vaya.、Vale. Ya tenemos luz. Lo que no vemos claro, nada、uh -huh. claro, es. El pronóstico del puente. Sí, déjame que te <risa> pero, diga, porque además parece mentira, porque lo tenemos ya encima. Pero es que lo que tenemos también es una borrasca que llega al tiempo justo ahora para condicionar el tiempo. No digo para empeorarlo.、Mmm. Bueno, también vamos a tener chubascos y tormentas. Que nadie se piense que va a ser lo mismo que en Semana Santa. No va a ser tan frío y no tan marcadamente el paso de los frentes como tuvimos. ¿Te acuerdas que decíamos, salvamos el jueves, luego viene, viene otra. Esta borrasca es más irregular. Y por lo tanto, las tormentas también serán muy regulares. No las tendremos todo el rato, los chubascos. No se espera un desplome de las temperaturas que n o t e v o l v i ó e l invierno, por ejemplo, en, en el final de la Semana Santa. No, es distinto. Es un tiempo muy primaveral, variablemente primaveral, y eso incluye por, por tanto chubascos y tormentas. Mañana los vamos a tener en el oeste de la península. Ojo, algunos en, en el oeste de Andalucía pueden ser fuertes. Puntos de Extremadura y sur de Galicia, que también nos, nos cambia el tiempo. Podrían llegar a, a la franja central de la península al final de la tarde. Tenemos también nubes en el Mediterráneo, las hemos tenido en la comunidad valenciana por viento del este, mañana repetimos, y luego en el resto de España seguimos teniendo mucho sol. Qué bien que ayer nos pillara el tiempo tan, tan estable, ¿verdad? En el apagón y no este que te estoy describiendo. Al menos ni con los rigores del invierno ni con las olas de calor de verano. Es lo único, bueno, casi que sacamos de esta experiencia una más. ...que Hemos atravesado, ¿quién nos lo iba a decir? En el tiempo, mañana diremos algo más del que nos espera en el puente. Mira, no queréis hablar de, de Roma y del cónclave, pues、eh, estaba justo c h a p ó Paolaza allí en Roma, ya、Opa. preparado. Eh, no sé, no, no, hombre, la noticia no la tendrá, s y no la habría contado. Yo, yo hablo、eh, no, de pero... Roma, yo hablo de Roma, si、sí、vamos a Roma. <risa> yo ahí hablo de Roma lo que quieras, y en romano incluso. Chapo Paolaza, ¿qué tal c ó m o estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí os espero. En la Capilla Sistina ya van a poner los pupitres. Y por cierto, está muy bien iluminado el Vaticano. Hombre, aquí, a tiro de piedra, a d e d o n d e estoy? A ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno. Pues mira, traigo el cuaderno del 29 de abril de humo, de las velas y de los bulos. Más pantallas, más apps, más coche eléctrico, más baterías, más WhatsApp, más cara de tonto. Una mañana te levantas chateando con tu amigo Tom de Denver, Colorado, sobre almorzar unos huevos fritos con chistorra, Sanfermineros, y al rato estás buscando velas en el fondo de los cajones. Nos dijeron que no había que tener nada. Tener cosas era de fachas. Todo nos lo iba a dar la red y la teta cibernética de la que amamantaríamos, t r a b a j o s almacenados en servidores bajo una montaña de Kentucky. De pronto te ves dándole al interruptor y no se enciende la luz. Eso no les importaba a nuestros abuelos, sin duda a otros fachas. Porque no confiaban en las cosas que no es que pudieran romperse, es que todos sabían que se iba a romper algún día. Ahora confiar, hay que confiar, es muy de izquierdas. Está bien visto, sobre todo en el gobierno, hay que confiar en el gobierno y en lo bien que lo hacen todo. Y en cuanto uno se desconfía de cualquier asunto, mínimamente de un dato, aunque sea de una versión, ya es tildado de fascista. Pero aquí todo el mundo decía que España tenía el mejor sistema del mundo eléctrico, que no creyéramos los bulos, y la zapaterísima presidenta de Redella decía que era imposible que en España hubiera un gran apagón. Cada vez que sale Sánchez a llamar a la calma, yo me, me meto debajo de la mesa. A cada cosa que dice el gobierno, me temo la contraria. ¿Yam? ¡Hoy! a h o r a ha tropezado algún cardenal que estaba paseando por ahí por la plaza de San Pedro y con el cable de Chapo Paolaza, y justo nos ha hurtado lo más interesante de su cierre.、Eh, bueno, pues、eh, la radio es, es su gerente, sobre todo,、eh, y esa es su fuerza. Así que imagínese usted lo que iba a decir Chapo y, y así. Sie siempre amanece. Siempre amanece. Siempre amanece, <risa> Chapo. Buenas noches, anda. Eh, bueno,、eh, Keti Garat,、eh, Cristian Campos, Tony Bolaño, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, José Ignacio Bert. Y ahora se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y con Edu p i d a l La brújula regresa a la mañana.